¿Conocen por ahora algunas? ¿Conocen por ahora algunas? ¿Conocen por ahora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 asi sí?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 ¿Qué estuvo en el sac? era ese cañito? El juguete. Eh. Ah, todavía tengo para otra. Alredela la carretera claro, recién hecha. 0 you me I you I can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 no, no, no, no. Me <laughs> Apenas me into a wadell and <laughs> Boa noite.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 el paciente se siente en pobre distancia solamente con tomar algo en los no tiene lo que ignorar la sentencia. Yo recomiendo simplemente que se soya. Que soy de dentro del día, aunque se un admillo y no me la calidad de Veo los resultados en mi paciente y en mi caso, se soya funciona.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 Huellas, barrio visibilidad publicaciones porción en la cabala cultural municipio tercera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 que sea al oculio Entonces ha sido en el, y pues agradezco por estar acá, Ahora si bien, aprender, vessos, sí que con datos acá escuela de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 agradecerles y... y... a todas el Buenos días. Hola. Mi nombre es Gian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 Y a dar sin recibir. Eh, me ha sido un pedagogía profesional y personal porque envía profesional pues, para ofrecer y no esperar la calidad personal eh, para no buscar a los demás y siempre tener eh, la cabeza fría. Y, eh, pues, ¿qué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 que se animen, que las mujeres sí podemos lograr hacerlo. Muchas gracias. Eso sí. Sí, sí. ¿Cuántos sí, animan sí, sí, sí, a darme unos, sí. unos momentitos de narración? <risas> Ay, no hay mucha <¿Sí>? risa. ¿Cómo está? ¿no? ¿Ya? ¿Cómo ayer? Sí, es más importante. Ah, ¿dónde está eh, yo? Está en el bosque. Bueno, vámonos eh, eh, eh, con un poquito de música, vámonos, Alejandra, con un poco de música mientras mientras eh, la compañera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 una experiencia superimportante por como está Pues right I'm right. Fue porque de son las fallas técnicas, estamos conectados pues eso implica que la canción no cargó. <laughs>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 Gracias, ¡Gol! ¡Gol! ¡Te voy a la repata! ¡La camiseta con el ¡Aquí el club! ¡Mierda, si te ha venido para mí! un humor increíble. <risa> y mira que cuando yo tuve la oportunidad también de, de estar en algo así de radio,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 ¿Hay grupo? ¡Ya! ¡Ya! ¡El tele! ¡Puerte! ¡Viene a tomarlo de aquí! ¡Ya! todo! ¡No lo compartí! ¡No lo compartí!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 Ah. A ver.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 Si me atrevo hoy a ver no es porque estoy mi acta de cañar, que es tantos años sin silencio a no, ver cosas de innovación. No, ¿Te invoques, pasará, divertir, gusta lo que digo? Pues cuestionar qué pasa rato, y pa' divertirte discusión a mi realidad. I know a poor, it's been poor, I probably scared it at a public school. There's one in class, they know, live, they know the the what I was in my life, you know what I was in my life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 Vinga, mira, toca. Ai toca la bateria. You are very good. No vexi que cada nete satura. Cada nete no té. La caniga, la gegantota, el creixment total, la caniga, la gegantota, el creixment total I <laughs> think Thank mm -hmm. you. algo así, pero pues realmente se necesita que la experiencia enseñe, no en español porque ellos no son españoles. Vienen de ellos, ellos, ellos, ellos, ellos. Entonces, la secundaria de Cádiz. Desde hace años, es cierto. Entonces es esa y pues se colgen con el otro. En todas las, las, las, las que allá se La mayoría de gente estudió pues con en torno por en la Nacional en, la UPM, en el UPV se descuentan con sus intérpretes la universidad también debería garantizar siendo la UD de todos, la UD garantizar. Estas y eh, estas excepciones para las familias sordas, muy importante. Dice o sea que ahorita nos estaba diciendo es que tal vez perdimos la transmisión del aire, pero creo que ya está atentamente el aire. ¿Hay alguna ¿Tiene eh, una propuesta o alguna idea concreta que tenga fuerza en un tema de, de, porque, de, porque, de ser, pues no ahorita, la diversidad? ¿Por qué? Pues ahorita, digamos que el movimiento, verdad, movimiento que está, está, está muy inclinante, el movimiento de, de las hortas la como tal muy inclinante, entonces apenas de eh, de se comienzan a movilizar, apenas nos estamos haciendo como un poquito partícipes de todo eso, también fueron como las compañeras que la invitaron, porque realmente eh, la mayoría de adultos, las gordas siempre están excluidas claro entonces que es esto es muy incipiente pero la idea seguir trabajando con ellas, seguir movilizando porque ellas también comparten nuestros mismos ideales todo el tiempo, claro que sí Andrea, muchas gracias soy de Radio TV Aquí van teni. Da y Papá, papita, hoy natividad. Muchas de frente contra consignaciones... Eh, no, eh... no, eh... eh... Nos damos un courier bloqueado detrás de la marcha pero no. es no. recuerden no. que la distancia que le falta es Hola, papelitos por el aire. de el... Neukje el... el... Bueno, eso fue un reporte desde, desde este lugar de la lucha. Desde este lugar de la lucha, las personas que dicen no queremos muchos. Sí. Y hay una linda alegría que dice, pulvimos. Bueno, volvimos y esta hoy es todos días. Ay, buenas, ¿cómo la...? Ay, gracias. Estamos en un recuerdo para la radio. Ay, ¡Ay, qué dice la verdad más descontrolada! La que siempre se manifiesta, la que no va a estar. Bien, bien. <risa> de i sí. no. entre no. no. La pila No hi. Sí, puc. que Ahí sí que sí va. Listo, sí, pues ya yo puedo dar. de palomis? si pudiera ti palomo budo, digo Ya, ahí hizo los pasos, pero no. ¿Qué, qué eh, okay, para también una mi Ya le esto. ¿tú? Ya, no queda aquí, ¿verdad? Porque ahí se llena los, la... No, porque hay debe tener transmisión. Compartir, ¿verdad? Ah, sí, a compartir la... la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 De haig de la tenir. De Hola. Bueno, Carolina. <tose> <llevaron esto? tose> Sí. Sí. Tí? Tí? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Aquesta <laughs> llista de Aquest és Tiene que tener partir el las cosas primera, las, A primer grado. A primer grado. Sí. audio. Control. Las zonas de presentación. Bueno, no se ha ido más a esta situación en la Andrea, pero es que lo encuentren los dos tiempo, los don, oiga oiga para hacer ese lugar si no hay algo que acabará ese lugar. Eh? Eh? Ready teléfono correo contraseña inicio sesión sección Hola, no mira qué. Hola, mira qué. muchacho día para ir a ver que la obra Ah ya que el recurso en oposición no fue grave Me quedaré en la centro Pero es, es, es, es ¿Ah? no, ver, para conectar. quieres hacer? Quiere ¿Qué pasa? Vamos a una mesora. Y que radio libre, ¿Radio libre? Sí. ¿Cuál es la señal? ¿Qué? ¿Hay aplicación? den. Mira, yo te ca tiene. Qué tiene. De hilo, de eso era que estaba dando una. De doy yo consentimiento. Yo, eh. Se va de la presidencia. ¿Qué? un de seguridad, por la clave, no ah la cambiando la clave <mesela> <risa> ah, que lloraba el gordo Ah, Entonces, Ajá, que no agarra una. No vaya preguntando ahí en el whatsapp, a ver qué, qué pasa. Es ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No, tranquila que necesitamos... No, Estefanía que... como la deje el dedo todo verde. Punto para la... Uno, vamos. Ya, vamos a almorzar. Listo, ya descargo. Ah, no, después me sentí otra vez. Sí, la vez la vez sí, sí, sí. ¿Se le ha mostrado tener un poco? Porque solo un poco de tiempo. Pero sí, ¿puedes correo con los cuadros? ¿Puedes hacer un ¿Y lo puedo hacer no, no, no, con no, los en una USB? ¿Puedes hacer un correo con no, no, señor secreto un USB, les pasó uno. No que meter la cosa de Richas. ¿Cómo es tu correo en ¿Cómo? S T E S T E F A N I S Stephanie no hagan ustedes porque nosotros aquí no hemos terminado y nos toca ir a imprimir, nos toca ir a poner la cosa de la banda eh. entonces ustedes nos ayudan a, a pasarme ya eso ahí cuando ya tengo la computadora, nos a poner la música que es genial, y que el niño quede, ay, no, que salga, el vestir, ¿no? qué es bien vestido y ensayado sabes que aquí entra mucho, es ¿sí? un parlante de tomar la ropa es muy alto Ahora no sé si ahí ya estoy transmitiendo, porque aquí me aparece el micrófono actual. A ver, yo miro adentro aquí. Ah, ¿Tú te pusiste pie? ¿Dónde ¿Sí, está? Sí, está. A ver. Ah, hay que poner redes, redes de territorio. Ahora tómale pantallazo a ese que se quede así y ahora se nos queda así pegado. Bon ja, de baix. Bon ja. Som a remar. No, no fumaràs tèa. ganas de tomarme la cerveja antes de comenzar, o sea, no me han dejado ir. no, es que toca toca hacer esto, o oh, no, es que, toca hacer primero esta prueba. Los sí, pelados sí, están muy activos, les gusta mucho que no el estado, bien, es ¿sí? el futuro, el todo está bien, lo otro, también son muy morgales, todos marincas, sí, no, todos. O sea, la cosa del lenguaje. ¿qué? Es que vea, por lo menos dentro del salón tengo... Usted también, ah, entra sí, en la lo... moto, entra el paquete. Ah, pero yo, ah, yo así de yo, yo ahorita que, pero... no nada más, para que sepa, ahorita que durmiendo en la casa contigo, yo soy Bueno, vamos a poner transmitir ahora, vamos a ver. O sea, pero otra vez, no se no, pero así nos vamos a dar mucho ganas, Y ese es el de Azoví. ¿Cómo? Ese es el que puede uno transmitir pero sin necesidad. Pero es que no ¿no? yo tengo una sed de pura cerveza, no. lo que yo. <risa> pero ¿Sí? hagamos esta prueba, hagamos esta prueba que están ahí. Parece que se irá nevando, miren. No, esperemos, si, si Alejo responde, llenalo. Pero aquí no me... ¿Qué paloma? ¿Cómo la ve? No hay público, no hay cual. Ahí está el futuro. Desde que yo estoy Pero, pero, pero, pero es una ¿sí? cosa. Una cosa. A preguntarte. ¿Qué? Regáles vos sabe y. ¿No? Hijo sí, de pues casi mi mamá me cayó. Más lo que yo me demoro de los radioaficionados que me dicen por lo que te pasó a ti. No he podido, mira. No, yo no conté no ha contestado nadie. Vale, ah. en tu memoria están las canciones de las chicas. Entonces, sí, para pasarse, eh, ella me dijo que las han guardado no, ahí. No, no, yo no tengo la nada más. Ya, no ya acabaste de, de revisar porque ya las pasaron ahorita. Sí. La chica 2 ahí, y 18, ya casi hora. Vos, ¿eh? Ellas te la pasaron. Por eso yo te la pasé a ti para que me pasara la del peladito. ¿Saben qué era eso? 18, ¿no? faltan cuántos minutos? 30 y pico de minutos. Por eso, ¿Cómo hago para descargar? Busca ahí en Google descargar. Eh, no en no busca, de busca ahí. Es que eso, eso no tiene programa, ¿no? Sí. Yo no sé del teléfono. No, y desde computadora porque desde el computador sí ha caído na Es que Adrián que ya que va a cantar es una hip hop, yo no sé nada. Yo tengo pero... una cosa que se llama SnapTube y está <coughs> ahí, creo que descarga canciones. No <coughs> creo que sí. Eh, falta muy poquito tiempo. Mira, busca cómo es la canción. Se llama Cha Cha Cha. No, ¿Vale, pero Buscaron, como pule, mira. mira si va a hacer <risa> la canción, te Pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos previos? para pasar esas canciones a tu compu? Bueno, voy pues a pasar pues primero la del niño. La primero voy a pasar la del niño acá. Sí. la justo. niña que hace falta. Exacto. Ey, tenemos que ponerlo en sintonía de empezar porque falta un poquito tiempo. Sí, por eso. pero ¿no, vamos a la prueba o no vamos a hacer mira, eso. Pasar, ¿no? Te olvido, pero es que aquí, ve. Ha llegado, por favor. Póneme. Ah, pero, eh, pero si van a salir con algo. Ya acabamos de arreglar. La mayoría que... de la mayoría de van? ganaré <risa> lo que va a venir choque por bajona voy a buscar ya pagó la tarjeta de hermesa porque pues yo estoy pelado y hoy toca celebrar <risa> Le tienes que gastar cervecita, ¿oyó? Yo tengo un peso hoy. Ah, yo no sé. Entonces tengo que tener que gastar cervecita hoy. Me voy a poner ahí a... Ah. Ah. ¿A mendigar cervecita hoy o qué? Yo no sé qué irán a hacer la dirección de comunal. ¿eh? Puta, si sí, son agarrados, oh, mano. Usted sabe que yo cuando tengo plata Igual no me llama para gastar No <ríe> se la gasta solo puta. Yo sé dónde voy a pedir una caja de cerveza A nombre de Claudia Y pura coronita, ¿no? no Bueno, nos encontramos desde Martín Villa, en Villapaz. Esto se encuentra ubicado en el municipio de Arauquita Vereda, Filipinas Departamento de Arauca para todos los radioescuchas que están en todo el territorio nacional, para las personas que se encuentran en el exterior esperamos que nos vayan recortando sintonía este es un evento que estamos conmemorando el día de hoy se llama Hora Cultural Manuel Marulanda Vélez un audícono, un audícono Que tenga O le traigo un micrófono Para que usted lo ponga a sonar ahí que qué tendría. Recalco la batería. Soy Vení, tí, tí, tí, chica, chica, chica, chica, diga algo de Pablo Medina todos, que llamada con Duval. Eh, ¿qué ni está sonando? Y aquí está su perrucha, la traerá con las palapas que se necesita. Yo sí, sí. Bueno, este las Bueno, esa es una prueba que nos encontramos realizando desde el territorio de Arauca. Este es el poblado Martín Villa, villa paz Arauca. Hoy, 26 de marzo, nos encontramos conmemorando eh, la desaparición física de Manuel Marulanda Vélez. Y aquí en el aula comunitaria, estamos en estos momentos eh, alistándonos para la hora cultural Manuel Marulanda. Es que s'ha fer un canal tal. Eh. Eh. Que és per en este último correo que tenemos de la no están actualizando los números de ahí. Esto también dice que tienen rayo como arte multiactivo y te 26 de marzo iréis e vara khawara ni kon eita chehara eita chehara ikani kon eita chehara iréis drewani kon eita chehara uehni kon dreyani kon chehara eita chehara eita querer ket kamoran ihanan drio ni atan eita chehara eita querer eita querer Eh, muy buenas tardes compañeros y compañeras, eh, hoy día el 26 de marzo, en la conmemoración un día más de nuestra resistencia de la lucha como pueblos étnicos y la lucha del pueblo campesinado, seguimos en pie de lucha para la exigencia no estén reivindicaciones eh, como como indígenas y como mestizo y la población campesina que somos y bienvenidos a comunar que todos los artistas sean indígenas o sector el resto de la población muchas gracias todavía estamos esperando hoy vamos a conmemorar el día el que mejor es sí, ciñidamente sí, sí, sí, nuestro camarada Manuel Marlandavel es pues es importante tenerles aquí que nos acompañen los niños, las niñas y pues Bueno, ya soiré, era nere, Bueno, compañeros y compañeras, ya va a empezar la hora cultural, en este momento son las 2 y 33 minutos de la tarde del día 26 de marzo 2021 cordialmente invitados a la hora cultural ...compartimos con todos los que nos quedan entusiasmos que son las artes entonces todos los que están por allá en la cárrica, los estamos esperando traigan sus hijas, traigan sus hijos, traigan sus hijas y aquí van a ver un proceso artístico bien importante nos van a conocer a los artistas de la cooperativa Comunarte donde el poblado artístico nos abre las puertas para celebrar nuestra fuerza asamblea general ordinaria que llevaremos cabo el día de mañana y el día de pasado de mañana Por eso, no nos queremos ir sin antes mostrarles lo que hacemos, lo que nos gusta, lo que decidimos en la vida de la que se hace. Bien, entonces, salgan de mis casas, aquí les estamos esperando, no se arrepentirán. Y el público no podemos cansar, sin el público no podemos cansar pensamos para nosotros Bueno, compañeros, mucha atención al al radio de como arte que escuchan en este momento en radio en Seguimos conectados de aquí de Martín Villa. Estamos en este momento transmitiendo la hora cultural el día 26 de marzo. Todos invitados, niños, jóvenes, ancianos y niñas, adolescentes, padres, madres, cabezas de familia a la hora Hora Cultural en la conmemoración del día el derecho universal derecho a la rebelión de los pueblos y invitados, compañeros y compañeras. En este momento se encuentran los compañeros artistas de Como Arte reunidos aquí en el en el poblado Centro Poblado Villapaz. Muchas gracias. Muchas gracias a ubicio ha hecho una excelente presentación. Vamos a estar compartiendo eh, hoy esta, este espacio virtual que queremos compartir con todos ustedes desde acá, desde el espacio eh, Villapaz, Martín Villa, desde el municipio de Arauquita, departamento de arauc En este momento se es, está dando la bienvenida al personal del ETCR que está llegando. Los artistas ya están terminando sus sus, prepara sus preparativos, ya estamos casi que organizando a punto de iniciar el, el evento, la obra cultural, vamos a, a contar con cantantes, con obras de teatro, con danzas vamos a tener eh, algo una presentación es muy nutrida dentro de esta obra cultural tenemos el acompañamiento de los compañeros que llegan desde Bogotá compañeros que llegan desde Medellín desde Incononso entonces vamos a estar eh, todos acá muy contentos, motivados, recordando eh, lo que fue el motivo de la historia del camarada Manuel Marulanda Vélez eh, que es lo que nos ha unido en esta hora cultural para este día hemos estado eh, trabajando fuertemente esta semana donde se decidió eh, realizar desde este espacio la, la celebración de la hora cultural eh, vamos a estar trabajando, vamos a tener varias temáticas eh, esperamos que sea del agrado para todos después van a ver una otra grande vale decir que no. Entonces, ahí está. Si nada atrapó나요, vaya otra. Aquí es red, este Martín B, le damos la bienvenida a todos los compañeros que nos están escuchando desde el todo desde todo el territorio nacional. Hemos compartido en, en este momento desde este espacio queremos compartir con ustedes lo que es la hora cultural queremos compartir con ustedes lo que es el sentir artístico desde acá de la zona villa pazz de verdad es muy emotivo poder contar con todos los niños y jóvenes que se han vinculado en esta actividad quienes son principalmente los los actores de de toda esta de estas obras y, y actividades que tenemos para el día contamos con el aporte de los compañeros que llegaron como repito desde Bogotá desde en cononso desde medellín quienes han aportado su granito de arena para esta actividad es muy reconfortante saber que no se ha perdido recordemos que la obra cultural es el memoria al camarada Manuel marulanda vééllez eh, quien también dejó su legado de cultura entonces pues la idea es mantener ese espíritu revolucionario pero desde las ideas, desde el arte, con el enfoque territorial, con enfoque de género, pero bueno, permaneciendo en el territorio con todos los presentes eh, enmarcando desde las comunidades el sentir cultural, el sentir artístico, pero el sentir del cambio, el sentir lo que se quiere, lo que se quiere lograr eh, desde cada obra, desde cada expresión cultural, lo que queremos alcanzar con cada uno eh, de estas actividades. Tengo el honor de compartirles con ustedes la programación del día de hoy. A continuación vamos a escuchar vamos a escuchar a continuación eh, cuál va a ser el cronograma para el día de hoy. Bueno, nuevamente buenas tardes para quienes vengan. Gracias por estar aquí, ya estaban? Vamos a leer la programación del día de hoy. Los artistas que nos alistan, por favor, queden en cuenta en y participación. Bueno, ya. damos inicio a nuestra hora cultural hoy. Bueno, Fabián, muy gracias. Cuando lo mostren, se queda como... De... Fuste, ¿verdad? Pero podría ser, podría ser, ¿por qué no? De pronto, esa puerta nos... Eh, también, idea de actividad es saltar 100, 100 veces de empezar el Todo el mundo. Yo de, de lado? lado. Gracias, Fabián. Lo que iba a decir antes de que a la Fabián... de <risa> que es que recuerden que hay un canal activado de escucha, por si en algún momento la conexión se le descae mal, mal, mal, que es lo que les acabo de enviar al grupo de WhatsApp hace un ratito. Eh, ahí lo que pueden hacer es dar clic y pueden escuchar y nos pueden ir a por WhatsApp en caso de que se vuelva muy pesado sus, en sus dispositivos. Eh, listo, entonces sí, Fabián ya, maestra. Erwin, Erwin, Erwin. ¿Tenemos un Erwin? Claro que sí. Ah, sí lo voy a Acá no lo veo. ¿Lo ¿no? nos escuchas? Ahí va el ping. ¿De acuerdo? Chao. Entonces estás transmitiendo a él. ¿De acuerdo? ¿Esto qué lax ordem por eh dia gravidade da coleção elas vão dizer que pode ela tem que montar uma que aero relativo que é a etapa onde detecta os metano veneno eh processo a hidroplástico e na etapa de passagem é a etapa da reação de oxidação de água do dinam nesse efeito Soy también coordinado por un grupo de las llamas, unicante aquí el cual ha al Chocó Madrigal, en la de la Universidad Nacional. Usted aquí ha sido formación la ciudad Hay que ver con el de para de manera de esta manera o la la parte argentina de la fidelidad y en la universidad doy talle arquitectónico en este momento me daba talle arquitectónico 1, 2, 3, 4, 7 me daba el gobierno me daba el presidente me daba la historia a la historia a la historia la, la, la, la, la carrera Aquí como ven y como cantos de mi vida. El hijo de Dios estuvo retratado a la vida Entonces, aquí ya vamos. Es una muestra porque la verdad es como una cantidad bastante grande desde que de... ya vamos. Entonces aquí ya que solo no, son una parte como para que vean que la materia por únicamente me calcula los números y que por eso se va a empezar a hacer güey para entender bien 4 antecedentes sí para que yo que yo ayudar a presentar la idea que eh tal tal había de han estar han es pero Pero la ley tampoco va a aquí aquí todavía, a llegar a quedar Está claro. Ahora que somos 20 nos va a poder enviar a cada uno uno. Dale. De hecho, yo, de hecho, va a pasar, te va a pasar que ya tengo un documento más del como para ahí mejor. Ay, será listo, ya, ya, ya se ve ya va. Puesísimo. Chao a dentro. Tiene que seguir allá, te va a dar el pantallaje pero poco. Eh, y del que es pues, una de las cosas que no se arrogan la piel del negro. No, no, no. Es de la gente, de la gente, de nuestra academia, estamos aquí en el país. Ah, sí, sí, sí. Se ve, se ve. Entonces, ahí eh, ya, cuando me hiciste, ya, me dijo mucho, a muchas cosas así, yo ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Wow. Wow. De hier, capacitación de ustedes, totalmente enamorado de esto, voy a empezar. Sí. Se va a hacer académicamente, también va a que también Muchísimas y esperanta de todo, aprender un más de sí. Bueno, Buenísimo vale, Buenísimo, mucho quiero. Gracias, mucho talento en este grupo ¿Qué? ¿Por acá, cierto? Acá, pues vamos con José José Alejandro Suárez Egas José, estás ahí Manifiesta Es un fantasma, es un fantasma. ¡Jose, tío! ¡Manifiestate, jose! No nos espantéis. Pues entonces sigamos con Paula. ¡Paulita! ¡Paula Andrea Millán! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Paula. A ver, tiempos invernos, no Hola, <risa> <risa> vale, la verdad es que me río bastante hoy. A ah, no ver, es en el... la iglesia. ¿Por qué? Pues me estoy diciendo payaso... ¿Señora? ¿Estoy diciendo payaso? No. Es que tiene un bala de <texto> <Sos el metano> <Sos> bueno, mi nombre es Paula Andrea Mellanazquez, tengo 22 años, soy estudiante de la Universidad de Buenos Esta señora lo compartió una compañerita que la conoció en Trabajo Social. Bueno, también me gusta mucho lo con el arte y el trabajo social. Mm -hmm. eh, Realizo actividades pues, cuando, pues, constantemente con dos confesiones, una que se llama Comunidad Humanos y otra en Cali que se llama Autónomo. Y bueno, me, me gusta mucho cómo es la de la educación. Eh, me animé a tomar ese taller porque siempre pues, tenemos que conocer todos estos procesos y conocerlos, o sea, la verdad, ahorita los escucho, siento que, que son profesionales y quiero tratamiento cada uno y es súper, o sea, darse la oportunidad de conocerlos con otras cualidades, otros talentos, otros científicos. Por ejemplo, es súper lindo, las mujeres que estarían de un con ese sentido de pertenencia, que nos da a todos, a todos ellos los puntos de, por ejemplo, esas partes del instrumento, es muy muy bello ese papel, la verdad. Okay, entonces un objeto que te identificaría o algo que se si, pueda dar de tu identidad. Me gusta mucho los collares. Usar o todo como los animalitos que no vuelen. Murciélagos, sí. Tengo algunos tatuajes de... Las cucarachas buenas. Son lindas. Las cucarachas buenas. Son lindas. Ay, no. <risa> <risa> sí, pero ahora que les he dicho que me riendo, tengo un tatuaje con el gris. Ay, no, no, no, bueno. tengo un tatuaje cosa también, es que obviamente estaré como hasta los 18 años para poder conocir. Bueno, bien. Paula, entonces sí te entendí, eh sus estudiantes regresé a decir que de tío por ellos se Sí. Ah, pues, vale. Eh, yo estudiando otro otro pero me salió la oportunidad de estudiar en la universidad de Indio, uno de los meses, dos meses, y no pensé en el mes y pues eh para Pero fue ahora por eso, y estamos en la virtualidad. Listo, listo, vale. Muchísimas gracias, Paula. Va bueno, vamos con Shirley. Bolívar. Chirri Bolívar, ¿nos escuchas? ¡Eh, Paola! Buenas tardes, mi nombre es Chirri Bolívar, eh, trabajo en la institución educativa como secretaria, en el 2003 me gradué como docente de idiomas, pero por soltarse de la vida no puede mi carrera. Eh, me dios sí. por el de la institución y me y eh, estaba la sala y dije, no voy a escribir para el taller para que no pueda matar soy madre de cuatro mujeres, ya mueres porque el último ya tiene 14 años, ya me supe la dictadura <risa> no, ha que en este momento soy de, poco triste porque estoy pasando muero, mi madre falleció hace cuatro meses y entonces en una época de mi vida Recedí una entrega laboral, exceso de trabajo. Eso fue como el y... de 2002 o 2013. Y mi madre le dio la parte artística para superarlo. Porque me tocó ir al psicólogo que me estaba recomendando tomar medicamentos para dormir. Recordé que el colecto que enseñaba a mi vida. Entonces, empecé a los tutoriales y eso me sirvió. Yo me trató ya viendo los videos de hacer cruzas y cosas. Efectivamente, empecé a hacer meses me de todo, hasta más de tres a mi hija, y eso me sirvió para superar ese tren laboral. Y entonces ya me quedo como esa chiquita de seguir trabajando la, la parte artística, de, de pintura, pues no sé, sin nada más la política. Entonces, antes que era que hizo la pandemia, eh, ya la, el trabajo en la oficina como que se mucho no, no. Y cuando la gente fue en la casa, entonces me libre, puedo salir, a qué me dedico. Inicio con hacer ejercicio en la mañana, porque yo me quedaba bastante libre. Entonces, tenía una máquina familiar, y, y yo necesito un debajo para la cocina. Pero lo conseguía como yo lo Entonces, yo dije, bueno, que podía hacer, dependiendo de la mente, dije que en la edad no lo y después de que los dos no ponen algo que no me pasa el asma y ya que mi, mi amiga, mi hermana, ¿sí? que tengo un poquito que le entonces, tené una misma empresa que estoy haciendo la de parar por aquí tengo uno de pesta ¿Eh? entonces te van a estar a ver de las callas, por detrás como un material que es también las toallitas para la cocina en algo adoro ¿no? entonces estamos en cartera con unos que son pinta muy altos y estoy en esa y, y, y, y es que un compañero que trabaja en la pinta un puesto de matemátria compartieron el enlace de cursos, eso es porque yo estoy desde que pienso que esto no es una prensa de calidad y miren ¿eh? la época de mal pues el arte me ha servido para estar tranquila, me ha servido para superar poco el pelo, la tengo más entretenida y mire que los compartidos del grupo y no se sienten las docentes de mi institución pero pienso que no me gusta la oportunidad esta oportunidad que me ha algo muy interesante, muy bonito y ojalá que mucho ocurre, pero la oportunidad es que este taller para que a pudiéramos dar un poco la diligencia, pues, que los otros algo han que dedicarles ¿sí? porque yo, todo es el... tecnología, tecnología y, y no hacen nada más y, y cualquier cosa que está conocida les puede para tratar a adelante, Entonces, les agradezco mucho con esta oportunidad por pues, seguro que han tenido que disfrutar del máximo tengo una hermana que sí le mucho el artista, como era y pienso que está perdiendo casa porque imagínense <risa> con toda esta cosa del la... arte le veo como mucho mucho mucho Muchas gracias a usted por tu ayuda. Sí, Le. Gracias, Ley. Pero estás en equipo ¿no? no eso, estás en equipo 2. Equipo 2, sí, sí, ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Gracias, Ley. Aquí, aquí, aquí, sí, aquí. Ya. Y seguimos con Jarvis. Creo que eh aquí, aquí Hammer. Hammer Tenny Ramos. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, mi nombre es Operatorio Ramos. Eh, soy nacido en el corrimiento de la vuelta. Eh, de lloró y departamento de choro. Eh, estoy estudiando danza artística, Doris ya haciendo ahorita. Eh, por ahí debo son lo como igual que y otros ayer que me han creído la oportunidad que me, cumplía, que me el mantra eh, desde muy pequeño a mi mamá me ha quedado una de las más exactas más exactas recordando la razón a mi señor que me ha que... eh, ¿no? sí. que... quedado el micrófono por favor a que apagues, gracias ¿Listo? Sí, continuemos. Pues sí, eh, desde el primer año en América lo escuchó la compañera con la que fue eh, un inocente que salía un domacacho que eh, son personas que elaboraban vestidos de una compañía en cualquier momento, en pues, y de ahí que cuando escuché cuenta respuesta que ayer se produjo actividad como hay veces que quería aprender a hacer la actividad es muy interesante y de todas maneras pues me queda agradecerles por agradecer de apreciar con conocimiento Solo agradecerle. A ti, a ti muchas gracias por estar. De verdad, sé que cada quien va a poder compartir con muchos saberes porque vamos a intentar que sea así, ¿no? Como compartir esos saberes, no solamente nosotras como si tuviéramos la última palabra de algo al contrario. <risa> Creo que tenemos sí, sí. muchísimo que aprender no todo aprende. lo, que sí. a aprender, <risa> lo que ustedes están diciendo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, aquí ya escribí las máscaras, qué lindo, qué bello. Vamos con Lola. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola. Buenas noches para todos. Buenas noches. Primeramente, pues agradecida con Dios y con una persona que me dio un grupo de estudio y pues ahí enviaron el team Soy llanera, estoy acá en un municipio que se llama Orope, Casanare, wow. donde José José Rivera pues, escribió la obra laboral. Estoy desempeñando cargo de docente en este municipio. Soy del municipio de Orope, Cazanare, también. O soy llanera y alegría. Entonces, uh -huh. pues para mí es un placer poder compartir con ustedes. Me siento orgullosa de que me acertado, pues, decir, sí o no, me he dicho claro que si, sí. entonces agradecer a ustedes porque me acertaron eh, pues, a pesar de que estoy tan y que no estoy fiel que yo siempre a trabajar identifico pues con el libro, porque el presentivo educa, enseña, eh, edifica, eh, fuera de ellos pues eh, construye o nos permite construir sueños Eh, ella en el libro nos pues, comparte mis novias y con nosotros bueno, pues, nos compartimos las experiencias. Eh, ¿Por qué también me interesé? Digo eh, que agradecimientos gratos a ustedes, pues porque lo que yo aprenda acá lo voy a compartir con los estudiantes. En la jornada de la mañana teníamos reunión presencial y en la tarde las clases virtuales y también el coordinador para poder cambiar a la, la hora de la sesión importante pues para que quiera eh, elegir y empezar a, a este maravilloso taller. Entonces, muchas gracias, mi amable. Hola, muchísimas gracias. Qué bueno saber que personas de el lugar están diversos y que eso va es a generar unas interacciones entre todos nosotros. Muchas sí, gracias. Por acá nos han traído una, delicoso, una deliciosa torta acompañarnos aquí este momentito. Dola, muchas gracias. Bueno, entonces creo que solo nos queda Juan Manuel, si no estoy mal, o Juan Manuel te... No, Juan Manuel nos ha presentado. Juan Manuel Cardona. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Juan Manuel. Hola, ah, hola Juan Manuel. Eh, buenas tardes para todos. Bueno, la verdad, tengo una presentación preparada, entonces, como por lo que vendría siendo, que vendría siendo. Que te llamas Juanma, y que dibujas. Más o menos. Bueno, ¿Más o menos? ¿Qué tal? Actualmente, con lo siguiente curso, fue por medio de un invitación que creo yo el profesor de porque al terminar de estudiar, quizás no tengan que saber el proceso de estudiar, es que sea muy educacional, que es un capítulo. ¿Cómo llegué a eso? Fue, pues, pues dando muchas vueltas, es ¿sí? que, digamos, creo que, no entras a niña a ver como, un pequeño tiempo. ¿Quién te acompaña? ¿Presenta a quién te acompaña? Lo sea, pasado por distintos programas, desde la idea geológica, desde la construcción ¿no social. Entonces, es, para mí es un movimiento familiar, un movimiento familiar, que es para mi hijo. De qué enfoque le podría andar, qué enfoque puede Y no tengo como mayor cosa para eso. En que soy, he sido, he practicado, he estado en un momento de danza, en su de percusión como el niño ¿cierto? Que había un momento reciclados. Y, y ya, eso vendría ser un momento de... Como el Juan Manuel, ¿y qué objeto puede como dar más pistas de tu identidad? Podrían ser una paqueta, ¿sabes? ¿sí? Podrían ser una llave. ¿Unas llaves, paquetas? Ah, A ver, le vamos dando cuenta de la gente. Listo, súper. Claro, tú estás en Quibdó, ¿no? Actualmente estoy en México, en la virtualidad. Sí, es una no Ah, vale, vale. O que sea, vas a hacer la licenciatura por ahora a distancia. O estás en el proceso, puedes hacer la licenciatura. Vale, listo. Creo que no nos falta ninguna persona... Si alguien nos hace falta que en un Alza la mano, put Estamos, estamos, ¿verdad? José Suárez, la maestra de ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Ah, sí, que nosotros le dimos la palabra. Sí, sí, sí, Sí, José Alejandro Suárez, que ahora que... Manifiéstate. Ha salido, porque ya está... Ah, claro, por favor, José Alejandro. Maestro José Alejandro, hola. Falta escuchar sí, sí, sí, sí. su voz. ¿Está bien? Ahí está. Listo. Bueno, lo que pasa es que la gente, la que la botechía hace muchísimos años y como arquitecto y demás me gusta la, la, la pintura pero como pinturador bueno, aunque también he tenido otras aficiones como toda la localidad de arquitecto y porque también fraude a Dulce alguna vez estuve representando a la Universidad de la Botechía de la Botechía pues, bueno, Eh, sí, te queda cierto que te intentamos hacer algo para empezar Entonces, de todos modos, me llama mucho la atención el taller. Antes decía por allá, después tendríamos que tener todas Y en realidad, en el día, después tendríamos que tener esta alquilidad protocoles, aproximadamente 2040, 50, 50, no, no, primero, primero, primero, primero. Bueno, primero, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, identidad entidad. ¿Es ¿Es obligatorio? No, nada obligatorio aquí. Nada es obligatorio. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Es que listo, listo. Es que listo, no salí de eso, ¿no señor? Cuantos piensen cuál es el objeto que le identifique nos lo comparte por favor. Que sea más que sea sentido. Bueno, muchísimas gracias. con el cambio de nivel que voy a que ser ponga al día de todo. Vale, listo. Listo, pues bueno, como ya después de esta ronda en que Escuchamos sobre máscaras, curilíes, llaves, baquetas, turbantes, lápices, marimbas. Bueno, como muchos muchas pistas de quiénes son ustedes. Muchísimas gracias. Eh, Nosotras también creo que podemos hacer. Un poquito de las demás, como objeto, pero con cosas que un imán. Un imán, wow. Un imán, wow. Esto considero que es un recurso de la que no me gusta okay. la música, me gusta la filosofía, me la música, me gusta la, me gusta, eh, me gusta mucho que van a corquería, no me tiran el <risa> está muy bien, muy importante. Es este de momento. lo mío. Sí, pues, <risa> bueno, lo pues, tiramos con un imán. Listo. Esa fuerza como nada que bueno. Va a ser el, el magnético. Sí este grupo. Nosotros también hagamos el ejercicio, ¿no? Así brevemente. Pues en mi caso, en mi caso sería esto. Un, un micrófono que creo que en este momento de mi vida es un objeto que me, pues, identifica como me permite contarles que me, me interesa mucho el sonido, la radio, el universo sonoro y la comunicación entre personas. Entonces, pues como que estoy ahí trabajando en, en, o sea, digamos que las artes plásticas, visuales, el campo de trabajo, de acción, la curaduría tal, pero la radio está ahí como paralelo. Entonces, hay unos cruces ahí que, que me interesan muchísimo y que son no sé qué trabajo y pues en algún momento también que se dé un momento para presentarnos más aún, pues podría contarles más de eso. Por ahí. Maestra, usted esto Ah, sí, ella está aquí. Les voy a mostrar que mientras ustedes hablaban, ya estaba haciendo su pieza. Estoy enciendo un diente. Con un corazón. Un zafiro. Un <risa> Entonces sería un cúter. Un cúter. Lo que pasa es que soy muy amante de dar formas, eh, digamos como artista, aunque tengo diferentes medios de reflexión, siempre mediante me yo como escultora. Y yo creo que esto es como, no sé, tiene que ver mucho con el ejercicio también de un artista, en mi caso, como artista, y es que yo siempre he pensado que los artistas contemporáneos tienen algo de meter el dedo en la llena, ¿no? son como punzantes, eh, son observadores, digamos, de, lo, de, de su contexto, también son personas que hacen apuntes, que deben ser incisivos, pero al mismo tiempo, pues, pues nadie resultaría, ¿no? Como que uno puede ser bastante incisivo, crítico, y, pues, afortunadamente no tener vidas encima que comprometan. Es un, un bisturí de y artista, entonces, no de medio. Un bisturí de artista. No Exacto. es cirujano. No, no es cirujano. Resulta que para la escultura yo trabajo con herramientas. Eh, mucho más de, de medicina porque tiene mucha más precisión y porque empezó estudiando medicina y después llegó al arte sí, una desertora, pero <risa> yo creería que sí eh, un cúter o podría ser también como las espátulas las creería espátulas. que son el objeto que me puede identificar, en este momento iguales que somos seres divergentes también, si el día de mañana me puede representar una Almohada, seguramente. Uf, qué necesidad de que nos represente una almohada, ni tampoco más para descansar. Bueno, listo. Entonces, después de esta ronda de presentaciones, gracias por la paciencia, por quedarse, por escuchar a todas las personas. Eh, vamos a contarles como de, de ese primer ejercicio con el que vamos a iniciar, que uno de los objetos de la lista de materiales y sobre el ejercicio general que les queremos proponer para realizar durante estas dos semanas y compartirlo eh, grupalmente el, el último día, que es el jueves 22 de abril. Y si quieres empezar con este objeto, el frasco. Ah, primero pregunto, ¿todas ya tienen su frasco? ¿Todas ya tienen su frasquito? Digan, abranos los micrófonos, por favor, díganos, sí, aquí estamos, lo tenemos, tenemos cuatro frascos, dos de mayonesa, tres de... No importa, no le importa este le este ejercicio. Sí. lo importante en este ejercicio es que el, el, el contenedor sea transparente, porque se va a convertir en una especie como de pequeño gabinete, ¿no? Entonces va a ser un un, un contenedor de una pequeña colección. Ustedes durante el tiempo del taller van a coleccionar aquí pequeñas muestras, ay, es que yo quería coleccionar a mi mamá y no entró en el tablo. No, pequeñas muestras que nos den indicio de eso que ustedes quisieran conservar en el tiempo, de aquellos que ustedes creen que es relativo o es merecedor de ser una colección algo digno de mostrar. ¿Qué vamos a hacer? <risa> como coleccionar. Co coleccionar. coleccionar, coleccionar. Es Cuando hablamos de colecciones, las colecciones tienen eh, un grado de relevancia, ¿sí? Entonces, hablemos, por ejemplo, en el término de los museos. Los museos su razón de ser es conservar colecciones. Estas colecciones dependiendo del tipo de museo, sea un museo de arte, sea un museo eh, de biología, un museo de historia, entonces lo que hace es contener en el tiempo esos objetos que son vestigios o, digamos, eh, dan nociones de eh, memorias, básicamente, ¿no? una cosa que se quiere conservar. Entonces a ustedes los voy a yo, a, eh, aquí con Yola los vamos a digamos, a retar a hacer una pequeña colección. ¿Por qué pequeña? Porque... Necesiten el canal de emergencia de Escucha, que está en, el, en, en Whatsapp, ahí ya está activado para para que se conecten. Entonces, como que hemos recibido una, una historia del arte mayoritariamente occidental, por donde queda, en donde quedaron por fuera, o todavía están por fuera, muchas otras producciones artísticas eh, que tienen la misma envergadura, pues, de, de, de ese arte que se produce o que se ha producido en occidente, y que nos han contado como la única historia, ¿no? Eh, hay una escritora nigeriana muy eh, famosa en este momento que se llama... Eh, ay, ¿por qué se me, se me olvidó el nombre de, de la escritora? Eh, ah, Shimamanda, Shimamanda, que habla como del peligro de la historia única, ¿no? Entonces creo que aplica para todo, eh, y en el caso pues del arte es como, como el peligro de que nos hayan contado una sola historia. Entonces, para mí eso es, ese es, digamos, el peligro, pero digamos que la ventaja, lo que yo siento que es importante del presente, es que la historia se está reescribiendo, ¿no? O, o, se, o está saliendo a la luz esas otras historias que no han sido contadas eh, y que tienen un, un, un peso muy fuerte y como que es importante para comprender el mundo pues en el que estamos. Entonces, en ese sentido, digamos que también como entender un arte producido en Latinoamérica o un arte producido previo a la llegada de los españoles, todo esto eh, está siendo un continuo eh, está siendo en la tarea del presente, es lo que les quiero decir. Y ahí el arte tiene mucho que hacer y decir eh, eh, en, en esa en esa o contar esa otra historia que no está. Y bueno, y si nos vamos como más chiquitico aún, pues pensar en la historia del arte colombiano, También, por ejemplo, en el caso, no sé, Carmenza, cómo te tocó a ti, pero a mí, eh, cuando yo estudié una licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de Paget, que es una universidad pública, pues no había una materia de arte colombiano. Se creó como un... Ah, a ver, veamos un momentito, revisemos qué pasa con... ¿Quién, quién es que no oye? ¿Pero es quien José? Bueno, segundo, le mando, le mandamos rápidamente el link de, de la escucha. Un momento, perdón, perdón, perdón. Solo le paso el link para que pueda conectarse por otro lugar y no se sienta aislado. José, si no escuchas por aquí por Meet, te recomiendo que abras este link que acabo de poner en el chat que es un link solo de escucha y puedes ir replicar puedes ir escribiéndonos conviense por aquí o por WhatsApp eh, mientras se te organiza todo con tu con tu computador. Entonces, te preguntaba Carmensa. ¿No escucha? Por favor, Pati, le puedes le puedes escribir le puedes escribir allí en el en el chat eso que acabo de decirle. Gracias. Carmen, sent yo te preguntaba cómo era en tu caso porque pues en mi caso no había una una materia por ejemplo de arte colombiano sino que se creó como una así como una electiva digamos no como algo digamos menor y por ejemplo de otras culturas como africanas eh, hubo una profesora que se la tuvo que luchar mucho para que hiciera parte del, del pensum de esa carrera no como otras otras otras producciones artísticas ¿cómo te tocó a vos digamos que yo sí tengo una relación mucho más cercana digamos, con la historia del arte contemporáneo, pero, pues es una historia del arte contemporáneo mucho más oficial, más blanca, eh, bueno, más víctima, más modernista, por decirlo en algún momento. Además de que creo que la rol de la institución en ese momento era que era un solo profesor de historia del arte para siete siguiente de historia del arte. ¡Wow! Entonces, Bajo la mirada, bajo la alianza de ese particular personaje. ¿En qué, qué situación, la... Carmen? En el Instituto de de Bellas Artes, en Cali. Ah, ah, ya sé quién es. Ah, me encanta. María. Sí, sí, yo también me imagino también quién es. Sí, te Exacto. escuchamos, Carmen, se te escuchamos. Entonces, sí, eh, digamos que, bueno, otra cosa, digamos que tuvimos en mi generación como un plus, digamos, porque a nosotros nos tocó, me corriges el año, Yolanda, pero nos, nos tocó ese salón nacional del, no sé si era que en 2009, 2010. En Salí fue en 2008, Eso, en 2008 nos tocó ese salón nacional y pues para eso fue un precedente muy amplio porque le dio la la oportunidad a estudiantes, digamos, que tuviéramos contacto con el, el arte nacional pues, de una manera cercana. Eh, entonces yo creo que pues esa generación tuvo una ventaja sobre las otras, digamos, por ese evento. Sí entonces para pues, en el sentido como que preguntarnos como cuáles son eh, los lenguajes del arte hoy para mí significa preguntarnos cómo se está contando otras historias hoy de artistas y un arte que no estaba que no entraba en esa historia digamos oficial eh, que vimos no o que nos o que recibimos en la academia ¿no? como como los artistas están transformando, transformando ese pasado esa historia, entonces bueno la segunda pregunta de esta conversación tiene que ver cómo se dialoga desde las regiones con los centros del arte y esas comillas de centro del arte yo creo que Carmenza me, me, me hará eco ahí de, de como cuestionar qué significa eso de centro del arte como no, no es vos bueno es que ¿Cómo les explico? Según yo, según Carmen Sabanguera, pues los centros del arte realmente son centros del arte. Lo que pasa es que no son eh, centralistas de la forma que deberían. No es que recoja hagan un proceso de, de, de, de recoger y albergarlo en un solo espacio, en un solo centro. Lo que pasa es que ese centro produce y ese mismo centro es el, el que consume. Entonces, no es una cosa de desesperación o de excluir un poco, ¿no? Porque no es una cosa como de, de recoger, ¿no? Por ejemplo, vamos a un ejemplo puntual. No sé si en el me estoy adelantando los temas, después Yolanda lo retomará. Y es que en Colombia existe, digamos, eh por decirlo una institución llamada, pues, los salones nacionales. Los salones nacionales, para... Después le explicaremos un poco más en, en materia que son, pero los salones nacionales funciona como una especie de certamen. Para que haya esa noción de nacionalidad, de salón nacional, pues, primero hay un ejercicio de recoger regionalmente, eh, digamos, los trabajos de los artistas, ¿no? es una cosa como que se escala. Y entonces, eso se supone que debería garantizar una visión, ¿sí? Que se, que se llevara al centro, pero que sería una visión más global de todo lo que está sucediendo a nivel nacional en las artes. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes que son artistas están en el ejercicio conocen o saben cómo funcionan los salones regionales que a su vez son los que integran salones nacionales, entre comillas. Si ustedes que están por fuera digamos de, de esas centrales no, no conocen cómo funciona, no podrían llegar hacer participación de esto y quedarían por fuera de esta centralidad. Bueno, creo que le estoy le estoy siendo un poco enredada de lo que oh, Yolanda me, me, me dirá en cualquier momento, pero la, la idea es que, claro, sí existen centros, pero no de la forma en que deberían ser los centros, para decirlo más, Yolanda lo podría decir mejor, no, pues creo que está, está es por ahí, es por ahí. Yo creo que, que, en, que en este grupo tan diverso de personas que estamos en diferentes lugares, pues como que uno muchas veces puede sentir eso que significa estar en un margen, ¿no? Estar en una región, en una ciudad, en un poblado que tiene menos acceso a ciertas cosas, ¿no? O menos acceso a educación, o menos acceso a programas culturales, o menos acceso a... Eh, talleres etc etc etc entonces se pondría que en la forma como funciona digamos las estructuras de, de, del arte los artistas pueden presentar sus trabajos en lugares donde haya no como este está esta posibilidad ¿no? donde hayan exhibiciones ta ta ta ta ta pero claramente y me, me dirá por ejemplo nuestros amigos que están en el magdalena en, en el bagre antioquia o como en otros lugares y Eh, pues no sé cuántas exposiciones hay cuántos centros culturales hay cuántos espacios para que se para que se dé visibilidad a su trabajo existe no pues creo que son pocos entonces un poco la, la, la conversación nuestra es como presentar también algunos artistas algunas experiencias de cuando como esa producción eh, logra o sea, enlazarse pues como con esos lugares que se vuelven como los centros, digamos, del arte. O sea, en, en nuestro país, pues, en Colombia, eh, para mí fue en algún momento como muy raro que darme cuentas cuando estaba siendo estudiante que Cali era considerado como uno de esos centros del arte, ¿no? Como Bogotá, Medellín y Cali, pero realmente estábamos en un momento en que donde no había, o sea, por lo menos cuando yo estaba estudiando, no había eh, centros más de uno o dos centros culturales activos, pues porque era como toda esta época después del narcotráfico donde la ciudad quedó como sumida en, en la depresión económica, me refiero a Cali, entonces nada estaba funcionando. Entonces era como que, ¿cómo así que somos un centro del arte? Pero los artistas no pueden vivir de lo que hacen, los espacios culturales no están abiertos, no hay becas porque las becas se las robaban, las becas, por ejemplo, de la gobernación, eh... La, sí, varias personas cercanas que se las ganaron nunca le daban el dinero, entonces ¿cómo así que somos un centro del arte? ¿no? Eso es como muy eh, contradictorio o paradójico. Pero digamos que en el, en el claro, obviamente vas como involucrándote más con este mundo y este trabajo del arte y entiendes, claro, ciudades como Bogotá o Medellín y Cali, es claro que tienen eh, la mayor, digamos, como oferta o privilegios para bien y para mal, ¿no? Entonces, como haciendo conciencia de eso, bueno, como desde esos centros, quienes les parece que es importante y sobre todo como, como quienes tienen el poder de tomar decisiones, ¿no? En instituciones que tienen presupuesto, en fin, ¿cómo hacen ese vínculo para que personas, artistas, colectivos, eh, movidos culturales que están sucediendo en muchos otros lugares puedan acceder también a esas cosas y puedan eh, circular su trabajo y hacer visible lo que Hola. piensan, hacen? Bien, entonces en ese sentido nos abrimos como con las preguntas, como les decía, por favor, si nos estamos eh, utilizando palabras raras o, o hablando enredado, nos dicen en el chat y ahí vamos, o si quieren hablar, obviamente también. Eh, bien, yo quiero decir algo, sí. Carmencita y, y mi niña, eh, y Yolanda, mira, el arte de Cali ha sido una ciudad pionera de muchas cosas, ¿no? Tú sabes, en el cine, la literatura, tenemos a Jorge Istak. Eh, yo tuve la oportunidad de hacer parte y de estar como relacionada mucho con esos tipos de colectivos. Uh -huh. Pero déjame decirte que las artes plásticas ha sido un arte muy elitista y uh -huh. muy de, de grupúsculos ahora ha habido en este ciclo 21 más apertura entonces ya tú es que en salonón de pintura de estudiantes de gente que no está estudiando dedicada a estudiar artes plásticas sino que tiene habilidades para pintar o el dibujo y también los salones regionales porque se han incrementado las salas de exposición y uh -huh. anteriormente sólo había bueno pues, cali pues con la tertulia muchos años eh, el museo la merced y para de contar después apareció proarte y luego se empezaron a incrementar pues una serie de salas de exposición y con artistas de la ciudad que procuraron abrir estos espacios para las nuevas generaciones que pudieran exponer porque ellos también les había tocado sufrir pues mucha escasez, carencia, uh -huh. pero es elitista y fuera de eso excluyen. Sí, total. No, ahora hay como un, digamos, por decir algo bueno, 60% de inclusión. Y la inclusión no quiere decir raza, ni bueno, la inclusión total de, del que sea. Uh -huh. Uh -huh. Eh, discúlpame, pero esta es un poco mi apreciación en medio de todas las artes. Sí, se ha vuelto muy difundido y, y como popular pero sigue siendo lo mismo con otro cuento. Pues. Sí, tienes toda la razón y justamente comparte hablas No, está perfecto, todo lo contrario, porque eso quiere decir que estamos hablando como de lo mismo. Es decir, nosotras yo creo que Carmensa también como pues, tendrá su opinión al respecto, pero somos conscientes de que este campo de trabajo en el que hablamos aún aunque se ha transformado mucho aún sigue siendo un, un, un o sea un campo muy difícil por cosas como las que tú estás diciendo mariela no porque acceder por ejemplo de qué vive un artista si en la tradición digamos o como que se tiene el imaginario que los artistas vienen pues como de familias o gente con dinero para poder producir porque pues uno sin sin dinero pues no puede producir ni siquiera una obra no Entonces, como que hay, somos conscientes de eso, pero justamente hay como un momento en el que los mecanismos o como que las, eh, por ejemplo, las instituciones de arte han jugado como un rol fundamental en que otras personas puedan acceder a esa formación. Eh, eh, Ditu Bellas Artes, con un programa que Carmenza también hace parte de formalización y, y de becas, en fin, donde muchas personas que vienen de lugares rurales pueden estudiar, ¿no? O pueden, bueno. Hay que tienen que pagar, pero no tienen que pagar toda una matrícula entera como como en otras universidades o por ejemplo universidades públicas tienen programas de arte sí, como que eso demuestra como una transformación de, de la formación en artes pero tiene razón Ayoli, Ay, sí. eh, discúlpame, pero, te acoto sí. te acoto eh, en Cali era Bellas Artes y el Instituto Popular de Cultura que de allí salieron magníficos pintores Entonces eran dos escuelas, la una de élite y la otra que era, popular. como le dice su nombre, popular y asequible a todo el que podía llegar y entrar. Era un bingo que una persona de escasos recursos pudiese llegar a estudiar al Instituto Departamental de Bellas Artes, que entre otras cosas en esta época ya se ha abierto. Mi hija fue pionera del programa en teatro, bachillerato artístico en teatro, y eso fue una apertura como lo que pasó con la con el ballet, y con la plástica y con todas sus expresiones discúlpeme, ya no voy a hablar más. Está perfecto, está buenísimo sus aportes voy, Carmen, ¿se quiere decir algo o pasa a la siguiente? Pues hay algo que hay que acotar, y pues también porque los yo creo que los discursos pues también tienen que tener un contrapunto. Y es que también se tiene que tener en cuenta, no únicamente que el arte, obviamente porque es una realidad, hiciera parte de las élites, sino que también las personas que no pertenecían a las élites, pues tampoco en mayor grado se podían dar el lujo, porque estudiar artes, cualquiera de sus manifestaciones en un país como en el que estamos, el pues dar sin lujo no usted hacía parte de una familia de no sé tres hijos papá y mamá pues usted tenía que garantizar que lo que sus papás le dieran la oportunidad de estudiar pues iba a ser una posibilidad de mejoramiento de su nivel de vida porque usted no iba a hacer que su papá y su mamá se endeudara para poder irse a estudiar artes y después tener esa noción, digamos, que además se tiene muy mala, de que los artistas pues eh, comen de la inspiración y de las musas y de todas esas cosas. Entonces ahí está, eh, digamos que ese era otro factor que también incidía en que las artes tuvieran una especie de élite, y no solo de Y no solo es una élite económica, además es una élite intelectual, porque es que el arte no le interesa a todo el mundo. Eso es un error pensarlo. ¿sí? Las élites dentro de las manifestaciones humanas existen, o no hablar de élite, sino que, digamos, de los gregios o de los intereses, porque es que no a todo el mundo le interesa el arte, no todo el mundo es sensible a ¿No? Y hay cosas que por más que nosotros pensemos que se pueden enseñar claro, sería lo ideal que todos los... Esa pues es una de las misiones del museo en el momento, que todos los jóvenes vallecaucanos hayan pasado por lo menos una vez dentro de su tiempo escolar y conozcan el museo de arte, la tertulia, porque ya no nos llamamos museo de arte moderno, eh, y que tengan esa, ese contacto, ¿no? Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos pasa con una institución que tiene, digamos, una especie de alianza, por decirlo así, y es que los colegios con FAMDI tienen que venir o vienen una vez al año al museo. Entonces, los jóvenes del colegio con FAMDI crecen viniendo al Museo La tertule Eso, a su misma vez, o sea, en su mismo tiempo, hemos visto que se ha visto reflejado, en las eh, matrículas en Bellas Artes. Entonces, en Bellas Artes podemos hacer nosotros, nos hemos dado cuenta que hay un gran nivel, que es incluso monitoreable, de jóvenes que son egresados de los colegios con Fandy que estudian artes. Y si vos les vas a preguntar ¿eh? ¿cuándo se interesaban en el arte? Pues ellos dicen, nuestro interés por el arte empezó cuando conocimos el Museo de la Tertulia, en tal tal tipo. Y, a, y muchas otras veces también pasa que a nosotros nos toca incluso educar, y, y, a, y a mí, que estoy en el, en el ámbito de la educación, acá en el, en, el, en el museo, les puedo decir que lo más difícil no son las generaciones venideras, sino que lo difícil es también quitarle a las personas ese estigma que es un estigma que tiene un precedente, pero que la gente muchas veces ya se siente cansado, digamos, o ya no tiene ese interés porque pues ya lo preestableció así. Entonces, yo llamo a un docente y le digo, profe, le tengo 60 entradas eh, para este colegio que sabemos que es de carácter público, de estados de recursos, patatatatatá y el primero que pone el pero para poder venir en conversación. Hm. No que la sabarte, no que no sé qué, no que no sé cuándo, y es ahí donde nosotros como como institución como nos ha tocado incluso crear estrategias que hagan que el museo sea parte del aula y que haga que el museo se extienda, ¿sí? Como una especie de aula Entonces, que los profesores comiencen a considerar el museo y la experiencia con las artes una experiencia alargada o una extensión de eh, del aula de clases. Entonces, son herramientas que también pertenecen a su tiempo. ¿no? Hay alguien que estaba escribiendo por acá, Tintín. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Mariela. Dice, los colegios de él y otros colegios en el proyecto en, en 2018 que realizó las visitas al museo ese proyecto es ese fue, eh, ese fue un proyecto de ciudad, mi comunidad es escuela, sí. la alcaldía fue de, ah, el, sí. interior señor, casi todos éramos eh, de profesionales de la universidad del valle más de 200 tipos profesionales en todas las áreas para mejorar la educación no eso era para competencia básica de competencias ciudadanas pero a través de la espera la tarde calidad y a los chicos se los llevan a los museos para que yo nunca había habíanido un museo más que este muchacho demuestra todo uno o dos para que va a ir a un museo cuando lo lleva la mamá entonces Eh, a través de eso muchos chicos quedaron interesados, fuera de que los colegios de él, que sí, es obligatorio y hacen la visita al museo, todo, porque pues yo he trabajado en todos los estratos entonces sé cómo es que es el cuento, pero anteriormente el teatro municipal, por ejemplo, no lo conocía a ningún estudiante de Cali de las escuelas, yo empecé a hacer esa promoción de llevarlo y contarle la historia del teatro municipal que entre otras formas, es una sala de exposiciones Eh, en este uh -huh, uh -huh. Sí, que, quería como que, qué bueno Mariela que aportas todo eso de tu experiencia eh, a conocimiento todo lo que haces, porque me, me me permite como preguntarles al resto de personas que estamos en el taller y lo, lo podemos responder en la segunda parte pues de, de esta de, de lo que vamos a hacer hoy, es como cuál sería para ustedes eh, la equivalencia de esto que estamos hablando, ¿no? como cuál es el museo Eh, que está como activo o vigente en el lugar que cada quien vive y si no es un museo, un centro cultural, una casa de la memoria, un espacio pues como en torno a la cultura del arte. Y sería muy muy bacano poder escucharlo en la, en la segunda parte quizás mientras hacemos los ejercicios. Entonces, ¿les parece que continúe? Para que continuemos para ir así como mm. amasando este fenómeno de temas. Vale. Eh, entonces, como en esta conversación sobre, sobre pues sí, una parte es como la, la producción de las regiones, esos centros del arte, pero de pronto entonces como volver un poquito a cómo es ese hacer de los artistas, ¿no? Cómo hacen de los artistas frente a todo ese panorama que menciona María la que menciona Carnés, que menciono yo, y seleccionamos cuatro artistas para contarles específicamente eh, como cuatro obras, ¿no? Eh, que nos permita como seguir en esta en esta discusión. Entonces, por aquí, ¿por qué un artista puede brindar...? O sea, preguntas para que se nos queden ahí en, en, en la conversación, ¿no? ¿Por qué un artista puede brindar una discusión importante o interesante hacia la sociedad? ¿Por qué el arte puede ser un lugar de transformación de la historia y de lo que conocemos como realidad? ¿Por qué el arte se ha convertido en un campo tan especializado cuando también hacer arte es una acción inherente al, al ser humano? Eh, y esa pregunta creo que, que puede ser chévere para este grupo porque hay personas que tienen es como la curiosidad por el arte y no necesariamente por convertirse en artistas en un sentido digamos como profesional y hay personas que ya tienen profesiones ¿no? como hay arquitectos músicos tal que, que de pronto el arte ha sido algo muy importante pero pues bueno, no se pudieron dedicar a eso bueno, y aquí pues la pregunta de por qué se ha convertido como en un campo tan sí, tan especializado, pues esperamos poder resolver esa pregunta ¿no? en, en estos días. Y qué es lo que, y esa pregunta me, me, me las quiero hacer a cada quien es, qué es lo que a cada una y a cada uno de ustedes les atraviesa profundamente y consideran que es importante contar, porque creo que una parte de la producción artística o del hacer del arte pasa es por ahí, por lo que tengo que contar, es necesario contar encuentro una manera para poder decirlo que puede ser desde la danza, que puede desde el canto, la pintura, el performance, la fotografía, la instalación, lenguajes es lo que existe ¿no? hoy día, pero esta pregunta es qué es lo que me atraviesa realmente, porque ese es el motor, digamos, para mí, creo, como de, de producción. Eh, de ahí a, a lo que se cree, pues ya hay un trecho largo, pero eso creo que es una, una pregunta... ¿no? fundamental, que es lo que me atraviesa a mí y por qué necesito hablar y contar algo mm, las obras que están ahí entonces las imágenes que están ahí son de esos cuatro artistas que, que conversaremos eh, bueno, son las 5 y 53 y no nos vamos a alargar tanto en, en, en cada uno para poder después hacer el ejercicio y bueno, ahí está la obra de ¿quién, Carmen? ¿la reconoces? obviamente sí no, no sé quién es Ven, mentiras, es mentira, yo sabio me tío? lecio palazos <risa> <risa> sí. eh, el cuadro de Palacios es egresado de Bellas Artes es docente en la actualidad del Instituto Departamental de Bellas Artes o ahorita es llamada la, el Instituto Universitario no, se llama es uh, Instituto de Departamental Bellas Artes, de Bellas Artes sí, no, no, se, no, se llama es Bellas Artes de Instituto Instituto Universitario ah, okay. tiene otra razón en fin Eh, pues además de eso, ostenta, digamos, eh, el, el carácter de ser el primer afrodescendiente uh, artista que es ganador del premio Luis Caballero. Más adelante tenemos la oportunidad pues de saber que es uno de los premios más importantes en las artes que tiene el país. Y, eh, pues, ya sobre la obra más de materia nos puede hablar yo la que eh, pues es una de las obras que hace parte también de la colección del Banco de la República. Uh -huh, sí, esa obra especialmente eh, se llama Bamba, martillo de filón, es una instalación de 582 machetes, eh, pues, que han sido usados y son tres tipos de machetes, el machete bamba, el machete martillo y el machete refilón, que pues se diferencian, es como, entiendo que es por las puntas, ¿no? Si ven ahí, hay unas puntas que son pues, planas, otras como eh, afiladas, y bueno, eso les, les da sus nombres. Eh, y, y aquí vuelve esa pregunta de qué es lo que nos atraviesa, porque Fabio, en diferentes pues entrevistas o cuando pues hablas con él, Eh, ves que para él es, ha sido muy importante la historia familiar, o sea, él llega a trabajar con esos machetes porque su familia, sus padres directamente, tíos, eh, personas cercanas, pues han vivido del oficio de ser poteros de, de caña, de, de azúcar. Eh, creo que si nos da el tiempo para escucharlo porque son como cuatro minutos para poder como, me dicen si se escucha y se entiende bien y si no, pongo sobre el audio, ¿vale? Se está escuchando bien, se está escuchando bien. Súper. Llamo a Martín y Siento que es como el cierre de todo un ciclo que hubo en, en, en mi vida frente a varios componentes, desde la crianza, desde mi formación como artista. Y también desde ese carácter que alguna no manera quería involucrar en mis obras, en mis trabajos que lo mío tenía que ver con lo social, que de alguna manera denunciar esa situación eh, cultural y política que está pasando con ciertas personas como, en ese caso, los trabajadores o los porteros de la caña, con ese asunto del, del contrato, con ese asunto de las empresas, con ese asunto de, de los monocultivos, con ese asunto de, de, de tener el trabajo heredado de, de alguna manera, poner en práctica las costumbres y lo que se practica en ciertas familias. Cuando yo estaba pequeño yo veía a mi padre a afilar el machete y es siento que es donde se condensa como toda la, toda la labor del corte como el cortero se prepara desde colocarse en los proyectores de origen, eh, coger la lima y coger el machete para comenzar a afilar. Ver que los corteros están allí, mi papá está allí, entonces para mí ha sido algo que, que yo me lo pensé en su inicio como un homenaje a mi padre. Entonces, era como la manera de agradecerle todo lo que, todo lo que Luis hizo por, por sus hijos y sus su esposos. Al estar en el sonido de, de afilar y de hacer unas lágrimas, pareciera como un concierto de afilar de manchecos. Entonces, también es un poco eso, a entrar al espectador, como a escuchar un sonido un poco que es lineal, pero dentro de lo que podríamos considerar música, son armonios. Entonces, la idea es como, como es un concierto pequeño de diáfila de machete. La pieza está compuesta por 582 machetes. Eh, dentro de los machetes están um, uno que se llama bamba, martillo y retilón. Y también está el machete curvo. Entonces, todos los que vean como, como una punta son bambas. Todos los que vean liso son retilón. Hay uno que es más ancho, como en la punta, y tiene también un pico ese también es guapo. Eh, los machetes están colgados pensando que cuando las personas entre se sientan amenazadas por los machetes que están haciendo ¿sí? y que sientan como que están dentro de algo que los abruma y que, que piensen que les va a pasar algo. Entonces me interesa también eso, que la gente los va tocar y que también puedan sentir como el ojín la, porque son los machetes usados, son las que ya no vi. Me interesa también eso que observen cómo están construidos, hay los que tienen alambres, hay que tienen caucho, otros están soldados, cada uno tiene como una particularidad, y eso también me es gusta que lo vean, mira, como que es una cosa que es totalmente real, no es, no es una ficción, algunos creen ...por ver la canción, jamás me imaginé... Eh, que ahora ya tiene tanta trascendencia para que ha una situación de todo un país y por no de, de toda América. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se ve la obra de, de, de Fabio? ¿Qué les hace pensar? El contacto que tiene de muy pequeño pues con, uh, con el corte de caña y los machetes y familia, entonces era un recuerdo más familiar. Mm. Y bien, para para digamos como cerrar como esto de hablar, hablar de la obra de Fabio, eh, su trabajo este específicamente él lo considera una eh, es una instalación, ¿no? Como para que lo vamos ahí escribiendo por ahí quienes no estén eh, familiarizados con ese familiarizados familiarizados por ese concepto, eh, eh, es una, una técnica, digamos, ¿no? Es un lenguaje también del arte de instalaciones. Entonces, bueno, Antes de pasar, Carmeza, ¿quieres decir algo más aquí de, de Fabio o consigo Sigue, sí, por favor. Listo, esta imagen, eh, y creo que aquí Carmeza va a poder decir mucho porque ya está más mucho más actualizada que yo con relación a esta artista, pero esta imagen es una imagen tomada de un recorte de prensa, como les vamos a pasar este PDF, ahí van a poder leer como todo lo que está pues, aquí escrito, básicamente es la foto de una persona que se llama yolanda izquierdo yolanda izquierdo era eh, una mujer que estaba como muchas otras personas en este país luchando por un proceso de restitución de tierras Era eh, una líder comunitaria campesina y pues en el 2007 fue asesinada ella representaba como más de 800 familias que estaban en ese proceso de restitución y lo que tiene en la mano es como un mapa de ese, de ese territorio que estaba entonces pues, es como en el océano, ¿no? Entonces, esto por qué lo traigo? Porque con base en esta imagen eh, un artista que es una artista muy importante de, de este país, es una mujer que ya tiene no sé cuántos años tiene, pero más de 70 sí tiene, que se llama Beatriz González, eh, parte de esta imagen para construir una obra. Este esta imagen, como ven, pues es como la el primer boceto de cómo fue transformando esta imagen anterior, ¿sí? Eh, y de esta imagen creó muchas, muchas, muchas, muchas otras imágenes, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con este mecanismo de trabajo? Digamos que Beatriz González es una artista reconocida por, y como digo, carmen se puede hablar mejor de esto, eh, pero por, por en su obra hubo un punto de inflexión ¿no? como un punto de, de cambio de todas las cosas que fue cuando empezó a trabajar sobre la prensa gráfica eh, con una obra muy famosa que se llama desde de los años 70 como los amantes los suicidas los amantes suicidas de que mm. es un momento en que ella toma la imagen de, de la prensa de una pareja que se suicidó eh, y la empieza a trabajar gráficamente en diferentes digamos formatos, ¿no? en diferentes técnicas también. Y se hace como que ese gesto que es muy importante en su obra como tal, o ella manifiesta que es muy importante, creo que también habla de una producción artística, digamos, hoy en el sentido que intentar inmortalizar ciertas imágenes que en el día a día se vuelven banales, porque todos los días estamos expuestos a muchas imágenes que vienen de la prensa marillista, o de la prensa, de la, de otro tipo de prensa, el tiempo tal, que registran, registran, registran, pero no hacen un o análisis o un proceso sensible sobre lo que están hablando. Entonces ahí hay una labor del trabajo artístico, que es transformar ese suceso ordinario y corriente en algo que trascienda. Y la obra de arte permite, un poco como, alguien, alguien tiene un ruido muy difícil. Carmencita, le escucho un ruido allá. Ah, es la Carmen. Está haciendo ambientación. Y la obra de arte permite ser un soporte que inmortaliza ciertas cosas, ¿no? Eh, posterior a esta imagen, pasó con, ese es el grabado, digamos que, uno de los grabados que, que quedan de esa imagen inicial de Yolanda Izquierdo, que después ella sosteniendo el mapa y como eh, espejeada, ¿no? como multiplicada n cantidad de veces hasta hasta el infinito, y eh, Beatriz González inserta estas imágenes nuevamente en la prensa. En el momento que pasó este asesinato pues, fue en el, en el gobierno de, de Juan Manuel Santos, Eh, y bueno había toda una crítica pues como a la falta de garantías que se hacía de parte de, de ese gobierno a las personas que lideraban procesos de restitución como el caso de Yolanda situación que sigue siendo pues la misma hoy día ¿no? o, o bueno, o muy similar por lo menos entonces, eh, no sé Carmen César, si hay algo que, que, que vos quieras contarte como el trabajo de Beatriz pues bueno, vos viste la exposición que estaba en Bogotá hace poco, yo no fui a verla eh, como para para que compartamos aquí. bueno, hay algo importante en la obra de de, de Liz González y es que para ella es muy importante la noción de archivo uh -huh. ¿no? entonces ella se convierte en una especie de coleccionista compulsivo porque es una observadora nata. es una consumidora de las noticias de los periódicos diferentes, locales eh, y ella Eh, comienza también a interesarse en los procesos gráficos de imprenta que tenían estos periódicos. Entonces, cuando los primeros acercamientos que hace Beatriz González, al trabajar con estas imágenes, ella comienza a interesarse en los errores de imprenta. ¿no? Hmm. Los errores de imprenta, y ustedes como saben, pues las imprensiones eh, funcionan por la disposición de canales de colores, que es lo que nos permite a nosotros pues ver eh, los diferentes tonos en las imágenes y que muchas veces pues en las en las eh, en los periódicos pues venían con errores. Entonces yo en lo personal recuerdo mucho una obra eh, de, de Beatriz que pues la imagen es no es una obra como tal sino es el estudio de una imagen de una monja, eh, que pues eh, la, la impresión quedó tan mal hecha, el rostro de la monja parecía como eh, como un hombre deforme, ¿no? Entonces ella comenzó a hacer varios estudios sobre sobre esa imagen, y bajo ese ejercicio, porque hay que ver también como la evolución eh, de los intereses de un artista, ¿no? Como esa cosa del hallazgo, Eh, sobre esa esa conjunsión que tenía ella por por la colección por el archivo es que comienza también a darse cuenta de la de la fuerza de estas imágenes que co se convertían en un diario vivir digamos que se le restaba como ese importante porque era como cosa de todos los días no entonces estas imágenes que eran tan fuertes bueno entonces ahí entra el proceso que mencionó yolanda que era como inmortalizar esto elevarlo de categoría, sacarlo de ese cotidiano, y digamos que eh, sus estudios eh, se convertirían, bueno, en una de esas herramientas. La otra cosa es que, pues en la obra de Beatriz González, para la época a la que ella pertenece, pues era bastante revolucionaria, porque era una artista que no se guiaba bajo los esquemas clásicos de color y de estudio de color. De color bimetría y etcétera, etcétera entonces mucha gente les llegó a podar la huarco al colombiano si sí. pues ustedes ven una obra de Beatriz González se van a dar cuenta que esta señora sin miedo a Dios uh -huh. usa los colores de una forma en que no muchas personas se arriesgarían a hacerlo pues en esa época donde el arte se preocupaba por por digamos agradar a, en otras instancias entonces, uh -huh. eh, eso es importante de la obra de Beatriz Pero creería yo que a nivel más macro eh, de esta artista hay que resaltar también esa cosa del de documento, del antiguo, eh, como parte esencial de la producción de un artista, ¿no? Uh -huh. Que siempre hay un ejercicio de memoria, de recolección. Entonces, sí. creería que esos son los grandes particularismos que presenta Eh, beatriz gonzález y pues su proceso de obra eh, sé que eh, aport no sé si tienes ahí un, un vídeo a la mano pero pues el banco de la república pues se ha encontrado celebrando pues su prolífera carrera en las artes entonces en red van a encontrar muchísimo sobre el trabajo de beatriz gonzález y pues su espontaneidad también al hablar sí And aquí eh... sí perdón no, sí, a ah, ver, bueno, no que sí deje un video, no, no, no se los muestro ahora porque pues es de 4 minutos y no quiero como alargarme tanto para que podamos hacer el ejercicio con la tinta china, pero aquí en este link lo podrán ver, todos son todos son videos cortos de no más de 5 minutos Y eh, ya si les interesa pues ahondar en algún artista, pues ya lo podrán hacer cada quien. Entonces, no sé, ese tercer artista que igual de ella hablaremos más en, en, en el transcurso de estos días, es Lilian Angulo, que es una artista eh, joven, ya digamos como entre los 35 y los 45 años, eh, que tiene un trabajo también muy, muy, muy, muy digamos, eh, diverso en términos de formatos, porque en algún momento empezó con, siendo escultora, Eh, después empezó a trabajar más pinturas, eh, fotografías intervenidas, instalaciones y a, a ahora eh, trabaja mucho con archivo y con la historia, ¿no? Entonces aquí solo solo voy a mostrar como una obra, digamos, hasta cierto punto, eh, o sea, muy fuerte, pero, ¿cómo decirlo? Que no hace... Ella tiene obras como de mucha complejidad, ¿no? mucha complejidad histórica, o acompañando procesos de comunidades que están en lucha en este momento, en luchas sociales, en fin. Entonces, digamos que esta obra puede ser, hasta cierto punto, como más tranquila en ese sentido, de estar trabajando temas violentos en el presente, aunque lo que antecede a esto que van a ver, pues sí, pues obviamente un proceso de mucha eh, violencia. Voy, voy voy aquí a mostrar el video. Es de solamente un minuto para que también la vean a, a ella. Mi nombre es Liliana Ángelo Cortés, eh, soy artista plástica, estoy en el Centro Cultural de España, de Santiago de Chile, participando en la exposición Tiempo Local, creada por Manny Adaro. Estoy presentando el proyecto Quieto Pelo, que es un proyecto de construcción colectiva sobre la tradición del peinado y el cuidado en las comunidades afrodescendientes. Es un proyecto que revisa la tradición y las historias de resistencia alrededor del peinado. Quieto Pelo es un proyecto que se pregunta sobre las tradiciones del peinado porque es una de las huellas de africanía más fuertes en América y en la diáspora africana en el mundo. Es una tradición de resistencia que se mantiene firme y que además... Eh, digamos que parte de la misma raíz y presenta las mismas características técnicas en muchos lugares del mundo entonces liliana eh, siendo pues de esa generación que les les nombro también eh, creo que es un artista que ha abierto campo eh, para muchas otras prácticas similares, eh, con, con específicamente con, con el tema de del trenzado y del cabello afro en las mujeres y como toda la tradición que está atrás y que se puede rastrear. Me parece importante como traer a Liriana a, a esta selección de cuatro artistas por su trabajo y también para tener como una otro referente de lenguajes y de técnicas. ¿no? Entonces, si vimos con Fabio en instalación, Eh, con Beatriz González, la gráfica, ¿no? Y el, y el uso de archivo de la prensa para rehacer imágenes, en este caso específicamente, es una reconstrucción histórica a través de una instalación que incluye fotografías, videos, textos, entrevistas, ¿no? Entonces, como como como cómo se nos puede como abrir un poquito pues la mente de, wow, qué posibilidades hay de mezclar técnicas también, ¿no? Con base en reconstruir una historia y darle un lugar importante en el en el presente. Eh, bueno, Liliana Angulo tiene ahora muchas mucho más compleja que también, pues, les invito a que a que conozcan y que hoy les vamos a hablar. Y estas son imágenes pues de esa exposición como tal, son eh, trenzadoras y eh, mujeres y peinados que ya ha ido como recopilando y en relación a eso si a alguien le interesa también por acá hay una publicación que se llama Ruta de Tropas de un colectivo Se llama ruta de tropas curaduría de una práctica afro de un colectivo de cali interdisciplinar que también trazo como una ruta de peinadoras como tres generaciones atrás más o menos y hacía prácticas en espacios públicos y bueno como como como una apuesta de una de una práctica artística de una obra ¿no? porque hay muchos procesos procesos procesos así eh, todos son obviamente muy valiosos pero digamos que estas dos personas que estamos aquí mostrando pues son artistas y, y presentan su trabajo como un aula. ¿Hay hay algo más sobre Liliana? Eh, Carmensa? Sobre bueno, sobre Liliana algo que da resaltar que se convierte en un referente eh, digamos para los artistas afrodescendientes, artistas negros en Colombia, porque ella eh, hace parte de una generación de artistas jóvenes que rompen con una tradición de dificilidad de los procesos de eh, los artistas negros, sobre todo en las plásticas, pues que es el campo que les pertenece, porque el trabajo de eh, Liliana rompe como con ese estereotipo de eh, artista afro que solo se preocupaba, digamos, por realizar manifestaciones artísticas alegóricas sobre la cultura afro y, y los aportes de estas como tal, sobre el paisaje pues que está muy arraigado al Pacífico, y no sé qué. Entonces ella comienza a preocuparse por estos aspectos siempre y, y, y haciéndolo de una manera mucho más crítica, pero también toma una vocería que digamos que le da precedente a una generación de artistas jóvenes ¿Sí? porque pues hay que hablar las cosas como son y es que es obvio que el porcentaje de artistas plásticos negros en el país pues, no es equivalente al porcentaje de, por ejemplo, músicos o danzantes o etcétera, etcétera, en otras manifestaciones artísticas, ¿no? Entonces, después de William Angulo, digamos, se popularizó la historia Eh, del arte, la guarda como un referente de cambio eh, de esas próximas generaciones de artistas jóvenes que la tienen como su pues, preferente, como un marcado. Creo que para eh, para hablar del arte colombiano, pues en este en, en la actualidad, pues es casi imposible no mencionar a Liliana y si se habla del arte afrocolombiano, pues eh, hacer una una mención de este sin Liliana pues estaríamos hablando también de de un quinerismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí es importante la obra la obra de Liliana eh, sobre todo por, por esos aspectos. Uh -huh. Y pues que Liliana tiene una es una persona es una persona que además demuestra la importancia de la investigación uh -huh. desde los datos, ¿no? Porque es una cosa, una cosa es investigar para las artes, y las cosas que desde las artes, una investigación que tiene otro tipo de matices, ¿no? entonces creo que Liliana Angulo es un referente. Y uh -huh. pues ahí termino la intervención. Listo, y aquí ya pues para para seguir con la última artista de esta presentación, eh, también decirles que, bueno, el Fabio Melesio y Liliana Angulo son artistas que yo creo que están en la misma generación, eh, con la, las mismas edades, Beatriz González, pues, de hecho le dicen pues, la maestra porque pues ya es una mujer eh, sí, que yo porque pasa los 70 años pero discúlpeme que no estoy segura de la edad. 80. 80. 80 80, entonces digamos que pues ya lleva 60 años de producción artística eh, eh, entonces otra generación, bueno, como que rompió cosas en otro momento y esta última artista sería como un artista intermedio en edad eh, que es María Teresa Incapié, que, pues, está muerta. Eh, los tres artistas anteriores todos están vivos, pero María Teresa, sí, pues, ya murió. Y María Teresa también es una artista que en Colombia hace como una ruptura. Eh, su trabajo da muchas pistas en el momento en que lo hizo para pensar las acciones y para pensar una técnica que pues, se llama performance. Y, básicamente, pues, sé que aquí hay personas que están familiarizadas con ese que han hecho performance, Eh, entonces veamos un poquito del trabajo de María Teresa en esta, ah, se me perdió, ¿Me Acabé, Miranda, un segundito. La disculpa que estaba abierto, pero no cerré sin, sin darme cuenta. Bueno. La colección de arte del Banco de la República es incluyó una muestra de arte contemporáneo producido en su mayoría por artistas colombianos y en menor número por artistas latinoamericanos y europeos, desde 1980 hasta la actualidad. Una cosa es una cosa, performance de la artista María Teresa Incapié de 1990, es nuestra obra comentada de hoy. En 1990 y en el marco del 33º Salón Nacional de Artistas, realizado en bogotá Corferias, en Bogotá, María Teresa Incapié, con una acción plástica consistente en sacar de una serie de cajas de cartón todas sus pertenencias personales que ubicó en el piso del salón día tras día con el fin de configurar patrones como elipses en lapsos del tiempo de hasta 12 horas. Los curiosos espectadores observaban cómo el artista sacaba, por humilde que fuera, cada uno de sus objetos y los catalogaba, los olía, los abrazaba y les murmuraba secretos para después extenderlos en el piso del recién. Estos elementos parecían que iban cobrando vida conforme pasaba el tiempo, un aspecto esencial para hincapié quien buscaba encontrar la eternidad visibilizando los rituales de la vida cotidiana. A través de esas acciones constituyó un performance lleno de afectos y sensibilidades donde identificó cada cosa como parte esencial de una red de relaciones que conformaban su vida y su manera personal de habitar y reconocer el mundo. Por esta razón le fue otorgado el primer premio del salón marcando un hito en la escena local que para la época se preguntaba cómo involucrar diversas disciplinas que no el arte contemporáneo colombiano. En posteriores ejecuciones de Una cosa es una cosa, María Teresa Encapié tradujo palabras cada una de sus acciones. la esquina el bolso y la tula, en el centro las bolsas de papel y cerquita la caja, vaciamiento, dispersión, Todo se vacía, todo sale, todo se dispersa, se riega, se mezcla, se detienen se cuadran uno tras otro indiferentemente. María Teresa Incapié fue una artista nacida en Armenia en 1956 y fallecida en Bogotá en 2008. Es considerada como la pionera del performance en Colombia y una de las máximas exponentes de este género artístico en Latinoamérica. Su formación provino del teatro y rápidamente expandió su práctica fuera de la representación del espacio del escenario, teniendo como esencia reflexionar alrededor de la cotidianidad, lo femenino y lo sagrado. Para ella, lo sagrado radicaba en una vida con sentido espiritual, cargada de emociones y experiencias humanas habituales que invitaran a participar a los observadores. Su legado influenció a un gran número de artistas jóvenes, especialmente durante la década de los 90, y su prolífica carrera fue reconocida en múltiples eventos y escenarios artísticos en Colombia y el exterior. Para conocer esta y otras obras, pueden explorar nuestra colección. Recuerden seguir nuestros contenidos en las redes sociales. Listo, entonces con María Teresa terminamos como este conjunto de, de presentaciones. Eh, María Teresa, digamos, como, como performer, como... Eh, artista que se dedicó a hacer el performance, digamos que expandió, volviendo a utilizar ese verbo clave en este taller, eh, la práctica, ¿no? Porque le dio, o le dio como unas respuestas a través de su trabajo a cosas que se estaban pensando en ese momento. Eh, y bueno, este es un, uno de los trabajos emblemáticos, pero tiene muchas otras como acciones muy sutiles y muy reiterativas, y como de mucho tiempo que siento que aún siguen siendo muy valiosas, aunque ya hayan pasado pues, 30 años de, de, de ese trabajo, bueno, sé que estoy diciendo una bobada, sé que hay, hay trabajos de 100 años atrás, 200, que aún siguen siendo muy valiosos, pero digamos que estamos en una época en que las cosas pasan como muy rápido y, y necesitamos todo el tiempo como consumir nuevas cosas y a veces pareciera que las cosas pierdan vigencia y no, pues creo que un trabajo como el de que revisarlo nuevamente e inspirarse también, ¿no? Sí. Y bueno, seguir pensando esto de las acciones en espacios públicos, las, las performance, las cosas que están por fuera también del escenario de, de del escenario como tal de las tablas, ¿no? Y con esto termino, no sé Carlos si ¿sí quieres decir algo de María Teresa o Ay, me quedé sola. Profe. ¿Dónde estoy yo? yo? tengo quedo, ah, ¿no? Bueno. Eh, no no quiero no no quiero ah cotornea sobre eh la de María Teresa KP que pude eh, sintetizarlo de la mejor forma posible. Eh, yo quisiera eh iniciáramos pues, no sé si te tienes algo más que decir yo con el ejercicio del día de hoy. No, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos a al hacer, a hacer Bueno, necesito... eh, por favor, que la parada. Ay, ah, perdón, perdón, perdón, perdón. Bueno, eh, mira, a mí me parece maravilloso lo que hace la obra de performance, ¿no? Pues como tú sabes, yo soy actriz de la Universidad del Valle y licenciada en artes escénicas, pues toda la vida he hecho teatro desde que nací, y danza. Eh, en Cali en el Museo Toloisco La Merced, Hace 30 años yo inicié haciendo performance en Cali, mm. con Máscaras Africanas del Saire. Pueden pegarse la averiguadita en el Museo La Mesequia, y esa toda la documentación. Eh, me considero un poco al lado de muchos artistas, haber incursionado en este tipo de, de trabajo que ya se volvió después unas obras de teatro. El Happening, y lo que es los performance, eh, últimamente yo que lo repiten lo mismo en toda parte y esos son actos momentáneos, como también eh, la obra de la pintora María Curtis. Yo creo que Carmen Saballera, y tú debes saber quién fue María Curtis, yo fui ese ser de la alcantarilla que ella plasmó en un performance que hicimos en la plaza de, de Bolívar y llegando hasta el puente Ortiz. Policía, porque había una loca tirando carne. Sería maravilloso que nos enviaras <risa> información, Mariela. de Yo, entre ayer y hoy, ya te he ido como recordando y como ubicando en, en, en cosas que he visto, leído, en fin. Pero sería muy interesante que nos envíes algo de información en el, en, cuando entres al chat. Sería muy chévere conocer tu trabajo. E igual también el, entre jueves y viernes vamos a, a escucharte. Gracias. ¿no? Listo, Carmesa. Bueno, entonces el ejercicio es el siguiente. Tienen todos su pinta, su pincel, sus dedos, su papel. Yo creo que estaría bueno primero revisar si la gente está. A ver, prendemos un momentico esas cámaras y vemos cómo estamos. No, no, oh, Pausa activa, Fabián, oh, hola. José Alejandro Suárez, buenas tardes. Eh, a ver, Edwin. Le podemos ver un momentito. Aníbal, Patricia, Ana. Y estoy aquí. Mari. Hola, John Soto. Lola, Chile, Juan Manuel, Paula, Marta. Solo que confirmen que están, así sea activando el micrófono para no no sentirnos aquí hablando a, a la a la pantalla gris. De acuerdo, entonces Digo, hola, Lola, Lola, gracias. Confirmamos que están. Carlos desde Cali. Hola, ya, ya África, Senegal, ya la escuchamos. ¿Pero cuál es tu nombre? Ah, ah es, es Marta, ¿no? Voy a, a llamar a mi Eso. Hola, África Senegal nos se escribió. Ella es Nelly. Ah, es Nelly. Ella. Sí, desde Cali. Super. Pero ayer no se había presentado, ¿verdad? Al favor, hagan en favor ustedes. Le voy a recordar. Ahorita ver todo no se podría ni proyectar teno los compromisos anpues. Prenden las cámaras, por favor. a mí por a mí yo no tengo eh los modos de Yolanda de expresión de tolerancia yo no sé qué seguir hablando sola con Yolanda. Porque Yolanda pudo ver acá y tomar una cerveza con ella. Entonces prendan las cámaras un momentito que no se van a derretir. No Ahí el si gato, no la gato. el el ¿Ni gato. Sí, pero no va a pasar nada, y... no le va a llevar a nada. Hola, Ana. Y que no pueda prender la cámara manifieste, es el momento para manifestarse. Mira, hola Carmencita. Hola, hola déjate que está que llueve por acá, me toca poner así como la oreja, pero ahí voy a estar. Ah, bueno, ¿Tienes audífonos? También los escucho. ¿Tienes audífonos, Lola? Cuenta los audífonos si pueden. Hola Juan Manuel, Juan Manuel está como con mascarilla en la calle. Hola Juan Manuel, Hola. Muy bien, sí, la gente se reporta, reporta en sintonía. Seguimos ahí en Muy bien. En radio Libre. El ejercicio es sencillo, hoy vamos a empezar con el ejercicio. Ustedes van a escribir. Van a escribir una pequeña descripción de ustedes, pero ojo, sin el alfabeto que nosotros conocemos. Usted se van a inventar su propio grafismo, ¿sí? su propio, entre comillas, alfabeto, un grafismo para, que, en medio de una estructura inventada, hacer una pequeña descripción de ustedes. ¿Entendieron el ejercicio? ¡No! <risa> Hay Hola. voces, de, no escucho, si sí, dicen que no, Juan Manuel dice que no. Lola también dice que no. Bueno. Exacto. Yo también, Marta Mina también dice que no. Exacto. Claro. Es, muy Entonces, es muy difícil a veces eh, escribir con plumas que no se inventan. Escribir un, un texto que, con letras que uno aprendió con lápiz, escribirlas con una, una cetáfrica pegada o con cinta pegando. Es ¿Un acetato pegado por cinta pegante? Un acetato, eso es mi pluma de escribir. Wow. Es, no es una pluma. Es, es, es una pluma de escribir, pero que no escribe palabras, sino que es una. ¿No? ¿Pero, ¿Pero, ¿Pero es, es invisible? Es que eso es el ejercicio mágico de... Bueno, pero es que... Entonces, es... hablemos, a, vamos, vamos a revisar los niños. Cuando yo les digo a ustedes... Tienen que escribir con esta tinta, tiene que hacer grafismos con esta tinta sobre el papel. Tienen que hacer una descripción de ustedes. Esta descripción no puede contener las letras del alfabeto que conocemos. ¿Qué se imaginan ustedes que puede ser el resultado de eso? Los escucho. Eh, a ver, yo me imagino que eran bueno, como esas esas gráficas que se veían en las pruebas anteriormente, que no eran con letras, sino que eran unos uno animales, unos arcos, uno, uno, una serie de pímbolos, que me imagino que los cavernícolas hacían en la pared, en los muros, con, esa, eh, con esas pintas eh, vegetales para para para escribir alguna historia y era con con letras, sino que eran con gráficos, con dibujos, con, con, con formas que ellos conocían. Me imagino pues que algo así. Muy bien, a... como si fueran como fueran jeroglíficos. Exacto. Exacto. Vamos por la de Gemma Chileta. esta tinta? ¿Cuál esa también te sirve? ¿Puedo utilizar mi pluma o puedo utilizar mi pincel? ¿Los pinceles o los dedos? Bueno. Pero yo necesito en ese papel, con esa tinta, sin utilizar el alfabeto, una breve descripción de su persona Veamos qué resulta. Empezamos. Maestra Carmen, puedo, ¿puedo colocar una musiquita de ambientación? ¿Un paisaje sonoro sin oh, letra? Un, un paisaje... De... Sí, muy, muy. ¿qué suena? No, ¿sabe que usted tiene ahí maestra... ¿Es por igual? Hola, hola. Púntesele sí, una, una lista de reproducción de Lluvia. Lluvia. Voy. hola voy. Hola, Chibley, cortame. Qué pena, no entendí el ejercicio porque el sistema me había sacado. ¿Vas a hacer? a hacer con el papel? Vas a coger la tinta, vas a coger papel, pero sin utilizar el alfabeto. Una descripción de usted, su merced. ¿Sí me entiende? se me va a escribir una descripción suya, pero sin el alfabeto. Ojo, esa es la trampa. Háganme el favor y se pone en la producción. Sí, ah, bueno, sí, señora. Qué pena interrumpir, si no tengo la tinta, pero tengo pintura. Háganlo con puedo? pintura, pero para que no me dañe la artética del ejercicio. Métale pintura negra. Claro, Hágalo, sí, sí. ¿Pero solo color de pintura? Un solo color, un solo color. Ah, bueno, listo, ya, ya. Ajá, de una. Voy a, a, a estirarlo por un poquito de agua. hoy ahí Vamos acá. Vamos por acá. Vamos por acá. <risa> on uh us. -huh. Mm-hmm. All okay. right. quiero doy a los compañeros unos 5 minutos. ¿Vos se te quedó prendido el micrófono? Ya está tú Yo estudié en el Ecuador en Quito, en el colegio de Cuglia, y me llamó El ejercicio, hay algo importante que ustedes deben saber, es que, pues por cuestiones de tiempo, y porque yo dentro de mi también, eso que no siempre es necesario, pues lo que vamos a hacer es, vamos a coger cinco compañeros que nos muestren el resultado de su ejercicio. Entonces. Pero espérate que todavía, hay, eh, todavía un poquito más de tiempo, ¿no? No, no el tiempo, ah. ya acabó el tiempo, ya se acabó el tiempo. Eh, eh, eh, eh, Como el factor x. Eh. A ver, a ver. Apenas estoy, a apenas estoy Vamos a hacer sí, apenas estoy lo que uno hizo. Muéstrelo, pues, muéstrelo. Ataque. Engeluru. déjalo vale, un poquito más, déjalo, déjalo. No, ma, eso, eso, así, así. Bueno. ¡Esa voy yo! No, no, no, no, no, no, pero no lo vas a explicar todavía, no lo vas a explicar, solo mostramos. Bueno. Ten pendientes y observando los ejercicios de los compañeros. Fabián. Fabián. Se va a funcionar, o se le paga un infarto con estos superdibujos. Hombre, a mí, yo soy, y, y yo tengo cosas de corazón, eso nada me puede matar ya. Trata que enfoque, no lo muevas mucho. Perfecto. ¿Lo ven los restos de los compañeros? No, señora, no debe se nada. Bueno, Fabián, muestre de nuevo. Qualificar también la, la, la reacción de la cámara. Eh, habla, no nos cuente, solo habla o haz ruido mientras estás mostrando, porque los compañeros, eh, pues, en la selección, digamos, del micro, va a poner la cámara que esté hablando el protagón, protagónico, entonces yo debo de hablar y tú hablas un poco en donde eh, tu cámara se posiciona ah. ah, creo que se le fue se fue, ah no, aquí está Fabián Eso. Otra vez. Diendo bien, díganme. Eh, que que mientras va Di Fabián, di soy Fabián, soy Fabián, soy Fabián, y vemos tal que cómo para a los a los compañeros la cámara les ponga tu uh, imagen como como imagen principal. Pero muestra la otra vez que ellos no alcanzaron a ver. ¿Eso? ¿Ahora sí puedes ver? No. Bueno, ¿quién lo Sí, sí señora, ahora eso, sí. Y, una foto y lo manda a WhatsApp. Sí, sí, sí. también, también. también? Eh, Fabián, he anclado a mi pantalla tu, pan, tu imagen y compartí la pantalla. Si la compartes, si la colocas en el video, ¿no? Desde la cámara, todos lo pueden ver. Ok. También también podría... Como quieran. Si les mando una foto o les comparto pantalla, como como me digan. Las dos, las dos. Ok. Bueno, voy a... compartir... A ver, miremos a ver dónde le, le damos aquí no sé qué no, no sé qué está, mira, está mirando a mí su nombre y su nombre hace un momento lo nuestroest bien pero ahorita ya está solo su nombre Ok, vamos a ver si así... ¿Estás, Fabián, estás desde el celular? También otra manera, Carmen, es que, que le tomé una foto y la ponga en el WhatsApp. En el WhatsApp. Claro. Eso. Dale. Pero por eso, sí, si, Fabián, si Fabián está desde el celular, muy posiblemente no pueda hacer eso. Mientras tenga la cámara ocupada en el... Eso es lo que quería saber. Ah. Lo de la foto, ¿no? Si se puede. Foto, si se puede. Bueno, entonces el día, ¿verdad? Bueno, listo, listo. Bueno, mientras, entonces. Lola. Yo sabía. ¿Por qué? Bueno, yo, yo sabía. Tengo... No sé, me el presentimiento que me iban a decir a mí esto, yo como no, no encontré la, la pinta china, pero pues la idea era hacerlo, busqué mis marcadores y desafortunadamente el negro se acabó, solamente tengo el rojo, pero la idea pues uh -huh. es no se lo ¿no? ¿Se okay. ve o no se ve nada? corre un poquito más hacia tu izquierda Se ve, uh -huh. se ve Perfecto, se ve ¿Listo? Uh -huh. Bueno Ahora, ¿quién más? Uno más, uno más, uno más. Ana estaba mostrando. Edwin, ¿qué Ana estaba mostrando. Edwin. Edwin, Ana y sí. Aníbal, vale, con ellos terminamos. Eh, eh, sí. A ver, muy bien. Sí, ahí está, estoy proyectando la de Edwin. Uh -huh. ¿No alcanzas a ver? ¿eh? Uh -huh. Sí. Sí. Pero nosotros sí. no vemos nada, Edwin. Ese, no, ese ejercicio de Edwin está muy parecido al de Yolanda. Ah, es que yo estaba haciendo mi alfabeto para después escribir con él. Exacto. Ya, bien, tuvieron el ejercicio de Edwin. Listo, ya lo... Exacto. Sí. Ana, por ahí también nos está sí, mostrando. Edwin, ahora sí, Edwin. Chévere. Ok. Ana y Aníbal. Ahí me escucha. Eh, yo hice intento hacer la diferencia, pero bastante complicado para mí, sin escribir son de las letras. Y este fue el resultado. Uh -huh. Que así no veo. Okay. Usé ajo la negra, yo no tenía tinta china, pero aquí sí. Creo que cumple con las raíces leyes. La Exacto. ¿O no, no lo puedo ver? Ana, ¿me andaste a WhatsApp? No. Es que no, es que Ana... Estas con dos cámaras, ¿no? Entonces creo que la que nos muestra el dibujo es tu celular y la otra te está mostrando a ti. Ah, ok. Ya. Exacto. Ya lo vi. Ya lo vi. Exacto. Ana, pero no vi. Para no que se no pueda venir. Yo no lo veo. Tampoco, Ana. ¿Tiene? No se, ¿Tiene se, ve la, la, se ve solo la cara. Tienen que, no, tienen que buscar. Ana tiene los suelos. ¿Verdad acá? Se exacto, a... se seleccionó la cámara de la... De la que estoy hablando así es que ya se han activado Pero los dispositivos listo, ahí sí mejor uh -huh. ¿No, señora, se ve algo así como agua sí, la... bueno, sí. perfecto Yo, Vamos hola, con, no tengo una duda, hola no entendí en elegir duda, pensé que era para hacer algún dibujo con los dedos, no sabía que era con pinceles. También se podía con los dedos. Sí, sí, sí, sí. con lo que tuvieses a mano. Ah, ya. Sí. No te preocupes. ¿Y aquí hablaste? Muéstranos. Ah, pero estaba Aníbal ahí, ¿no? En la, en la... Ay, qué pena. Sí. Bueno, me dejan un... Si alcanzan a ver. Esperamos primero arriba, arriba aleja. Aléjalo, por favor. Pues este me es un poco un poco. un poco como eh, el ejercicio de, de un expresionismo es. abstracto geométrico. Okay. Donde digamos el pábilo de la del frasco de tinta fue lo que me sirvió como de pincel ahí dentro pues, tiene una, una cosita y entonces sí. era un, un campo donde yo caminaba y subía, bajaba uh, campos sí, de, no, no, no lo cal... expliques existían picos existían tramos de ascenso no lo expliques no lo expliques Vamos a quedarnos sin palabras las no, no, no no lo expliques yo solo quiero ver las imágenes no me expliquen el ejercicio no me hagan esa traducción Papá. muy bien ahora veamos el de chile para para seguir rápidamente también se nos acaba el tiempo tiene lo que usted dijo que le daba pena Papá. mostrar no hay que darle pena a mostrar Epa, ahí estoy viendo. Ok. Sí, acá está lo va no, a ver. No, pero no se lea. Ni alejado, ni cerquita. Estoy viendo todos. Estoy viendo el Chile y estoy viendo el África sin legal. Mira. Ya, el Miguel. No. no, señora. El Miguel no se nada. Se ve solo allá en grupo con el Miguel Así Ajá, que sí. Se la veo. sí, porque tenía activada la cámara. Ahí se África, se le la agarró. La tengo activada. ¿Allí? ¿No sí. sí, sí. No, no, no. ¿Sí se ve? El de África, sí. Yo lo estoy viendo perfectamente. Yo también. Bueno, no le demos sí, cabida sí. A, a, a los problemas de Como ustedes pudieron ver en el ejercicio, que básicamente era hacer una pequeña descripción de su persona sin utilizar el alfabeto, muchos de ustedes incluso se dejaron tentar por la resignificación del alfabeto ya existente para crear uno en base a ese pero otros llegaron a la eh, expresión más primigenia, que era el dibujo, las gráficas, el grafismo. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer ustedes con esa pieza, esa descripción de ustedes, es que van ahorita a utilizar, sí, la escritura, para en el reverso de esta pieza, hacer una descripción de eso que acabamos de decir. Esa es una tarea, eso no lo van a hacer ahorita sobre él, pero lo vamos a revisar junto con el ejercicio de el frasco y la colección. ¿Sí? Entonces no lo vayan a botar, no lo vayan a perder. Quédense reflexionando también en esos diferentes... Ahí, ahí, dime, Yola. Tranquila, termina y ahora ahora te pregunto algo. Ya. Quédense pensando también en cómo cada uno de ustedes desde su experiencia, desde su ser, tomó esa tinta y la utilizó para representarse sin necesidad de llegar a la palabra, al alfabeto, a la escritura como tal. Entonces, ¿por qué eso les va a hacer a ustedes reflexionar sobre los diferentes lenguajes también que como artistas nosotros adoptamos? Pues vamos a hacer un ejercicio macro junto con la colección, pero eh, también reflexionen un poco sobre cómo uno hace para expandir, que esa es la palabra clave del taller, como dice Yola, expandir, ¿Sí? Estos procesos de creación, alejándose de todo aquello que ya está preestablecido. ¿Qué es lo que nos hace un poco, o nos lleva un poco más a lo particular desde lo universal? Entonces, suena muy enredado, pero ya van a ver cómo en esta última sesión hacemos ese ejercicio de revelación sobre lo que ustedes hicieron en esta clase. Ahora sí te doy la palabra, Yolanda. Eh... Germén, te quería preguntar si te parece que es una buena idea que les tome una foto a lo que se hizo ahora y se comparta, o mejor no, cada quien con, conserve su, su dibujo. No, compártanlo todos, compártanlo todos. En el WhatsApp. Sí. Y eh, pues no olvidar hacer el favor de ingresar a, a Mariela en el sí. WhatsApp para que también nos pueda compartir su... si Sí, quien pueda... Yo creo que quien pueda escanearlo, pues escanearlo. ¿Para eso, digo? Si no tienen si bueno, no tienen no. acceso al escáner, entonces una foto con su celular de la mejor calidad posible de acuerdo qué, al que el celular y cada quien tenga. Exacto. No lo vayan Todo a perder. Bien. No lo vayan a perder. Yo quería eh, como pensando... en la parte de mi habitación. Bueno. Eh, como tenemos, ¿se ¿te acuerdan que ayer les les invitamos pues a que miércoles y jueves la primera parte de, de, del taller sea escuchar un poco más sobre sus procesos artísticos en este ejercicio de hacer un, un pitch, pues como una presentación de que dure exactamente eh 5 minutos, ex que se puede extender a 6, no más de eso. Eh, es una presentación de qué? De lo que cada persona de que lo que sea su trabajo en el arte, ¿no? Eh, lo que considere que quiere mostrar, ¿no? Entonces, como no, no vamos a hacerlo por tandas para que no se haga tan, tan, tan extenso, yo sugiero que mañana pueda eh, leer los nombres, que fueron nombres también de cómo se presentaron ayer. Entonces, ayer se presentó Marta, Aníbal, Mariela, Ana, Janet. Eh, Carlos y Fabián. Ahí tenemos siete, mejor siete. Carmen, ¿se te parece bien siete para que no sea tan, tan, tan largo? ¿O menor número? No, yo creo que menor número. Cinco. 5 sí, me gusta. 5 entonces, perdón, vuelvo a leer. Marta, Aníbal, Mariela, Ana, Janet. Estas cinco personas están aquí, o sea, eh, Aníbal sí si está, Marta también está, ¿verdad? marta Marta... Como, oh, oh, jugámoslo igual en el... Sí, en el pasado. Sea, como quienes sí, presentan mañana. Pero bueno, si Marta no está en este momento, entonces de pronto mejor alguien que existe en este momento. O sea, el propio Níbal está, Mariela está, ¿Ana Vergara está aquí? Sí, sí. está, Ana está. Eh, sí, Ana está. Y Janet, Janet se fue a clase. Pero pero bueno, entonces entonces Janet, sino... Carlos tampoco está ahora, él estaba pero creo que se fue, ¿verdad? Fabián sí sigue o Fabián también nos dejó. No, Fabián está ahí, Fabián. Fabián está listo, entonces sería Malta, perdón, perdón, perdón. Aníbal, Mariela, Ana Vergara, Jan Janet y Fabián. Se sienten cómodos ustedes en presentar algo mañana, en contarnos un poco más de su trabajo, en este tiempo pues, de cinco minutos. Bien sea que son dos imágenes, una imagen de cada uno. Pero hay que hacer una presentación en pantalla o hablar. Lo que tú quieras. Si quieres hacer una presentación apoyando lo que vas a decir, bien. Pero la única digamos como regla o condición es que hacer ese ejercicio del, del pitch, pues de los cinco minutos del de acotar, de no vamos a hablar Eh, no porque sí. no sea valioso, sino porque es también como... Ah, bueno, bueno, bueno. Como, como, yo, como yo soy muy, muy amiga de lo visual, porque pues yo siempre digo que yo soy un poquito autista y entonces a mí lo visual es lo que me funciona. entonces sí? ¿Quiere que te muestres? Sí, por favor, por lo menos un par. No es necesario que se monte una presentación, puedes proyectar las dos imágenes, mostrarnos las dos imágenes y ya pero para mí sí es importante las imágenes porque yo la necesito. Sí, entonces repito, pues para esta semana sería como contar de su trabajo, que podamos entender un poco más de ustedes, eh, así sea que tengan una trayectoria muy pequeña, muy corta, con lo que cada uno igual, ayer se presentó, ¿no? Entonces, con, con lo que hayan hecho, van a hacer esta presentación. Eh, Quien... O sea, si, si alguien quiere montar su presentación de tres imágenes, o cuatro imágenes, eh, y tiene los medios técnicos para hacerlo fácilmente, bien, pero si no, tranquilos, nos los resolvemos, no lo envían antes por WhatsApp las imágenes a una de nosotras dos, o, no a, la a la o a Patricia o a Diana del Banco, como que no, los técnicos no nos puede detener. Entonces, vamos a sortear esas, esas cosas para poder hacer eh, lo que nos estamos proponiendo. Y cada día, de aquí en adelante, porque vamos a escuchar a, a algunas personas, eh, igual no es una obligación, ¿no? Si alguien no quiere hacerlo, tranquilo, tranquila, no, no es para nada una camisa de esfuerzo. Bien, siendo las... No, no, no es una obligación, pero lo debería. No <risa> Bueno, siendo las 7 de la tarde, hemos terminado esta jornada. en Segundo día... Creo yo que va vamos bien, vamos bien. Es que, mua, feliz noche, chao Lolita, adiós. Chao, ¡Chao, ¡Chao, ¡Chao! ¡Chao Mariela, Paula, Aníbal, Bueno, que pasen buenas tardes, buenas noches, vale, hasta menina, mañana. Chao, chao. Mariela! Chao, Liga, chao. Mariela! Chao. Ay, chao, hay un chao. bebé por allá. Chao, bebé, chao. Está con chao. la viva. Se escuchó. <risa> bueno, feliz noche. Gracias, mi amable. Chao, que descanse. Chao. chao. África, Senegal, entonces... Hola, bien. me llevo dos cositas en, en mi carrito. Buenísimo. <risa> dos cositas. Eh, Ahí ya por eso me quedan ustedes las dos, casi Las tres, ¿no? Esto, hoy con mis chicos les estaba comentando dije, no, yo quedé chiquitica en el taller y dijeron, ¿y por qué? Le dije, no, empezaron a hablar por allá de cosas grandes que habían ido no sé a de lugares y yo, yo apenas como que me colocaba escurrime en la silla y dije, de verdad yo dije, sí, está muy bonito, entonces cada vez que tenga clase pues ya me van a preguntar, ¿Y ¿qué hicieron? Ah. entonces yo les dije, ¿Qué? listo yo iba a comentar y que que íbamos a tener práctica y pues a lo máximo vamos a, a hacerlo con ellos también ah, es, bueno. es como la idea que tengo panecísimo. Porque yo sé que con ellos salen lluvias de cosas buenas allá con, con los chicos. A pesar de que todavía estamos en la en la que de la virtualidad, ellos que lo van a lograr con ellos. Entonces, pues me gusta, como voy que dar con los números de ustedes, me gustaría después más adelante mostrarles qué hicieron ellos. Panecísimo. Claro que sí. ¿No le hicieron estudiantes de qué, de qué grado, a qué nivel clases? No recuerdo. Eh, de grados de, de de los hasta once. ¿Y les, da clase, les, des, les das clase de qué? De ética y artística. ¡Ay, buenísimo! Pero pues igual acá, sí. Pero igualmente yo ya digo que todos los días se aprende. Entonces el ejercicio que nos hizo hacer Carmencita, pues es como desaprender para volver a aprender. Y ese es el que a veces le queda uno como grande, a veces desaprender para aprender. ¡Uf! Pero igualmente lo estamos haciendo y yo sé que a veces toca muy duro en el colegio, pero yo dije, no, yo saco mi espacio y ahí vamos. Yo sé que va a ser muy fructífero. Qué y bueno. me siento honrada que ustedes me hayan aceptado. Pues yo escribí como como, como pues sí, dije, ¿qué tal me digan? A mí que no porque era para los de allá. Yo dije, pero bueno, tocar no es abrir, vamos a hacerle. <ríe> y pues sí. Patricia fue la, la que me, me recibió, ¿cierto? Sí. Pues yo era la persona... ...encargada de, de todo el proceso de las inscripciones. Entonces, me sí. leí... ...y yo, yo dije, vamos a ver si me aceptan y eso, pero sí, gracias a Dios eh, me aceptaron... ...y pues me siento contenta de compartir con ustedes tres... ...y yo sé que voy a hacer un buen trabajo con mis chicos... ...y pues la idea es hacer como una carpetita y después las envío. Buenísimo, muchísimas Porque gracias. Porque lo bueno es practicar lo que vamos aprendiendo. Total. Si no después las van a enviar... Entonces creo que nos sí, da mucha okay, habilidad a okay. nosotras de saber que se va a replicar estos saberes y se van van a seguir pues, muchísimas gracias Lola bueno, hasta mañana ¿Listo? un abrazo, Dios las bendiga feliz noche, que descanse Igualmente. entonces ya, bueno África Senegal es Nelly ¿cierto? Chao Temesa, chao Patri yeah. Okay, muchas gracias ah, por... a mí está sí, sí, sí, qué pena. tranquilo tranquilo aquí se hablaba estaba activando el link de emergencia recuerden que cuando en el momento se les caiga el mit entonces pueden acudir es el link vuelvo a dejarlo nuevamente en el en el último así como en la última casilla del whatsapp para ti tú sabes si mariela ya pudo entrar al whatsapp y <coughs> Yo me comuniqué esta mañana con ella y ya la ingresamos al... Ah, la, la, bueno, so. listo, listo, listo. Sí. Bueno, entonces, ¿cuántas personas estamos? Perdón. Eh, estamos nueve. Nueve, sí, nueve sin nosotras. Entonces, bueno, pues, primero saludo a, a, a mi compañera carmensa a mi compañera Patricia. A Paula, que está por ahí, que, que pareciera que tienes atrás un mapa, qué lindo, no sé qué es, pero parece un mapa. A, a Ana, a Joan, que Joan no lo hemos escuchado en su presentación. A el profe Aníbal, a Edwin Enrique, a Lola María, al profe José Alejandro, a Fabián. Bueno, entonces yo sugiero que, o sea, habíamos hablado entre nosotras antes de que se conectaran, que esperamos un poco a ver si, los, si al menos se conectan 10, porque hay personas que tienen como problemas de, en varios sectores de equipo hay problemas de corte de energía, entonces pues nos parece un poquito injusto como de pronto empezar y, y no, que no puedan pues asistir por eso. Entonces solamente, eh, pues decíamos como que al menos empezar, si estamos 10 del 10 del grupo de asistentes del taller, ahora nos falta una persona, somos pues, nueve ustedes y tres nosotras, Eh, a ver si sí, si sí, iniciamos o okay, que dice Carmen y Patricia iniciamos de una o vamos un, un poquito una esperita más, preguntamos en el chat o como lo ven yo creo que podemos esperar no, es que se estará unos minutos más 3, 4 minutos más unos 4, 5 minutos más hasta las 15 listo, entonces yo voy a aprovechar este tiempo para preguntarles si alguien tiene como alguna pregunta sobre Claro, sobre lo que hemos hablado y que quiera preguntar en este momento, eh, micrófono abierto, pero también preguntarles con los documentos que les hemos enviado, con los anexos, eh, está, o, los están descargando o quieren que los pongamos en una carpeta para que puedan acceder a ellos o cómo, cómo se sienten con esa información. ¡Ay, Shirley Bolívar, hola! Esa información anexa. Hola. Hola, hola Ana. Hola. Um, Hola, bueno, yo quería decir algo respecto a los documentos, sería bueno, pues no sé, pienso que es como más cómodo para tener todo el Google Play que no se pierda, nos, co nos conectamos por Google Meet a hacer una carpeta en Drive, okay. y ya pues allí tenemos como todos los documentos, y es más fácil para nosotros acceder, y creo que también se puede poner el link, si no estoy mal, en la descripción del grupo, sí. y así en pues, pronto las personas que se les pierden siempre entran por allí mismo sin que se pierda la conversación, listo para que sea más fácil. ¿sabes? Súper, super buena recomendación. Listo. Y por otro lado, tengo una pregunta con mi material de hoy. <risa> Al final sabía yo que en mi casa, pero no está como una pasta de tel que viene como la piedrita. Uh -huh. Y bueno, no, no puedo mostrar, ya está líquido, pero no está así como pastoso. O sea, realmente todavía está muy aceite de naranja. Ponte, ponte un poquito en la mano y muéstranos. pero quiero ver tu cara completica aquí. O sea... A ver, a ver. No, mira, casi me usaba aceite de Ah, sí, sí, pero sí, pero ya está ¿Y lo Pero estaba en tu casa hecho o lo hiciste? No, no, no, yo lo hice. Ok. Ahí, Ahí lo veo que está un poco, bastante líquido. ¿Tienes más achiote? ¿Tienes más polvo como tal? Sí, le, le echo más. Es que tengo la piedrita, entonces creo que por eso no se ha... Trata de... de triturarlas. Sí. Para que lo puedas echar okay. lo más como polvo posible. Ok. Listo. ¿Alguien más quisiera? ¿Juntarán algo, decir algo antes de, de iniciar? No Sí, yo, José. Pues. ¿Quién? ¿Quién? José Alejandro. José Alejandro. Sí. Oh, no, no, no conozco nada de los anexos. ¿Eso dónde están? ¿Tú estás en en el... algunos anexos? Sí, ¿tú estás en el grupo de grande? WhatsApp? ¿Tú estás en el grupo de WhatsApp? En... no Hola, Janet, hola, hola. No sé si los puedan poner, no sé si los puedan poner en, el, en el WhatsApp de pronto, ¿no? Ahí están, o sea, todos los días, es como las presentaciones que les hemos mostrado, eh, al final de, la, de las dos sesiones anteriores los hemos puesto, eh, y ahí, o sea, ahí los puedes, digamos, cómo encontrar, pero vamos a seguir la recomendación de Ana, de, o sea, como armar una carpeta específica para dejar eso allí y que ustedes les puedan consultar cuando cuando quieran, cuando lo necesiten. Buenas tardes. Hola, María. ¿Cómo estás? Muy bien, María. Hola, Paula, Patricia, mesa. La señorita Angela. La señorita. ¿Tienes por allá como un radio, un televisor prendido, será? Sí, que no llego, acabo de entrar y mi hijo tenía el radio prendido. Espérame, ah, papá. eso, papá. Bueno, entonces ya ahora sí está el grupo súper nutrido. Qué bueno, muchísimas gracias. Entonces, bueno, para Ay, ti. sí, qué pena. Tranquila, Me voy a, a sentar 10 minutos porque acabo de entrar. Tranquila, tranquila, bandera. llega, agüita, descansa. Solo cierro el micrófono, porfa. Eh, bueno, Edwin, ah, hola. Ah, sí, sí, listo, yo estoy escuchando, yo estoy escuchando. Listo, listo, súper. Bueno, entonces iniciamos el día de hoy, teníamos no es un ejercicio que con Carmen se hemos pensado que es muy importante pues esta retroalimentación de saber también qué hacen ustedes, ¿no? Como cuál es su acercamiento al, al arte en sentido pues muy, muy, muy amplio, no solamente las artes plásticas y visuales, Le habíamos dicho que íbamos a escuchar a cinco personas hoy. Eh, creo que van a ser cuatro disculpas porque a Janet no le alcancé a decir. Eh, a Janet eh, Milena, a Janet Milena. Entonces, pues serían serían cuatro. Entonces, eh, recuerden que es este ejercicio de los cinco minutos poder hablar de su trabajo. Si tienen imágenes que son de apoyo o... El, princesa, perdón me voy sí. a dejar de última que es que como acabo de tranquila. llegar a y uno cuando llega de la calle le toca bañarse sí, madre. tranquila Ay, en la calle voy a mojarme yo la estoy oyendo de aquí sí, tranquila yo, princesa, no te preocupes no te preocupes entonces buenas pues... tardes Marta Nina Hola, Marta. Martica <risa> amiga Buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Hola, hola Buenas tardes amiga. Carmenza, ¿qué ¿Cómo estás, profe? Amiga, muy bien, muy bien Muy te, te amo Soy Carmenza, profe yo, Yolanda Buenas tardes, les habla Marta Mina Hola, vos? hola, hola, marta Hola, hola, hola Hola, hola. Marta <risa> Listo Entonces, momento, voy por aquí a, un segundo, aparto esto, las personas, o sea, era Marta, eh, ah, perdón, Marta creo que no estaba en ese momento, Aníbal, Mariela, Aníbal, Aníbal. Ana y Janet y Fabián, pero pues Janet alcanzamos a, a decirle entonces con Fabián. Entonces, ¿quién de ustedes quisiera iniciar? Deme un segundo, voy a poner el cronómetro. Recuerden que es vital que yo, sea. Yo, yo, yo, yo. Bueno, dame un segundo, dame un segundo. un segundito, mientras tú preparas. También, ¿tienes algo que vayas a compartir, profe? Sí, sí, sí. Bueno, un momentito. Eh, eh, ya, desde ahora, un segundo, un momento a presentar. Se un momento que quiero compartir. ¿Ustedes ven eh, mi eh, pantalla? Eh, sí señora ah listo, entonces se ve un, un cronograma compartir. ¿cierto? La, pero si tú compartes pantalla la no. persona que eh, va a presentar quiere compartir de cuando tiene su presentación entonces no, no puede, ah listo, listo, entonces básicamente entonces profe, discúlpame, bueno, antes de... Yo... Antes de empezar, les voy a quitar la presentación de pantalla y yo aquí tengo pues como un cronograma y vamos a estar como perientes del tiempo. Cuando les, les vamos a ir escribiendo en el chat, te, te queda tanto, en fin, eh, para que sepan. ¿Listo? Entonces, ¿puedo comenzar? Con... Sí, profe ¿Listo? Un momentito, que yo también tengo cronómetro y... Buenísimo quisiera ver, compartir aquí Bueno, esto es si sí están viendo la imagen. Sí, señor, se ve. Bueno, entonces comenzamos por aquí. Voy a Listo, uh, la presentación va a ser eh, la obra que se produjo aquí después del de mi regreso a Colombia porque estuve desde el momento que me gradué hasta el año 2008 eh, 2008 en, en Alemania entonces regresé a Colombia este trabajo está en el Banco de la República de un mural que Fue un concurso para pintores sucuanos y yo participé estando ahí en Berlín. Eh, envié el boceto y estuve en el año 1997 y lo realicé, me viene tres meses y, y realicé este mural de eh, tres metros como por 480 de ancho. En óleo, de acrílicos sobre el diencio. Eh, la familia Chocuana es un, aquí está aquí la familia, estos son un tema que, que fui desarrollando durante mi permanencia ahí en Berlín, es, eh, es un distintivo, digamos, hasta eso me llevó, digamos, la observación de pintura africana, cubismo, es Eh, y, y, y llegué a esa conclusión gráfica de la familia Chupana, que es la mamá en el centro los hijos en, el, en la espalda, la niña en, en los brazos de la mamá del otro hijo y el papá mirando detrás mirando hacia un lado mirando muy muy lejos entonces este es un, un producto ya digamos de la permanencia de, de la producción mía en en el arte, ya digamos la creación, y, eh, estos hay y unos rayos, son unas tablas para, para pintar, eh, para lavar, perdón, y una canalete que están adosados al cuadro, ese cuadro es ya del Banco de la República, eh, vemos aquí un segundo mural que está también del Banco de la República, en la biblioteca infantil, que eh, tendría que ser más didáctico y entonces allí pues encontré el abecedario y el paisaje chocuano, el retrato Atrato, los animales y los bananos. Profe, eh, perdón, quizás podrías ponerlo grande para que se vea mejor en la presentación completa. ¿Perdón? Quizás lo puedes poner en presentación completa para que se vea mejor ¿El, el iconito que está allá abajo, esa pantallita abajo para que se vea más grande. ¿Aquí en presentación? Eh, eh, gracias, sí. Sí. Y aquí, como, bueno, este es un trabajo que viene a realizar aquí en, en Barichara. Yo llegué directamente a Barichara, Santander donde con mis hermanos pues hay un proyecto allí de arquitectura en tierra y con ellos pues eh, llegué a, a experimentar con este materiales fue en el 2008 se hizo el primer encuentro de arquitectura en tierra donde a mí me correspondió digamos la parte de investigación de la tierra como material plástico y allí salieron un montón de obras que fueron que eh, Eh, eh, experimentales y esto es oh, oh, tierra sobre yute sobre fique ¿yo cómo hago para adelantar? Aquí? a ver, sí. esta es la misma galería es un ya se me acaba el tiempo estamos, son cuadros de 2 metros por unos 70 hechos con tierra sobre yute costal de yute la galería es eh, muy amplia estos son experimentos que se hicieron sobre yute y materiales, puntillas. Esto es una exposición que se hizo en Nefrín, después, 2010, tal vez. Experimentos con tierra sobre costal de Fique. Mi primer cuadro de tierra sobre caña brava. Escultura de madera y pañetes, pañetes de tierra sobre la pared y ya se acabó el tiempo estos son murales que hemos que estaba haciendo aquí en, con los estudiantes de arquitectura este es un último cuadro los peinados una versión que hice para para el museo de antioquia esto estuve en un salón nacional Entonces, estuve allí y este fue mi último trabajo de 2014. Y, y este está aquí escrito Quito. Eh, ya. Tranquilo que todavía le quedó un minuto. No, ¿Cómo? cinco minutos, 36 segundos. Ok. Ya pasó la... Sí. Ok, ok. Entonces... ¿Cómo, yo ¿cómo, ¿cómo hago para salir? ¿Cómo, como ahí para poder cerrar, profe, ¿cómo podría definir eh, su trabajo? ¿No? Como si tuviese que hacer ese ejercicio de... Bueno, esta etapa de, fue de, de, de búsqueda con un material, con la tierra, con la piedra, con la forja, es una investigación, trabajo de investigación, y al mismo tiempo de identidad, entonces estaba buscando una iconografía que fuera... Es un poco como el, no comercial, pero sí, digamos, artesanal. La producción más próxima a un público que, como el turista, como el, el, la persona que, que no, no es un especialista en arte, pero que sí se va a llevar un cuadro. Yo me acuerdo un cuadro que llegó un, un afroamericano directamente de Nueva York porque sabía que yo estaba haciendo unos cuadros en tierra y... y y se bajó y llegó a abarichar a la galería y lo compró y se lo llevó muy feliz porque era un tipo de arte eh, que digamos tenía un tenía muchas cosas particulares eh, que eran de trabajo en tierra, después el tema que era África, que era una iconografía una mujer, era una persona eh, de la raza, digamos con la fuerza, eso está buscando. Ahorita desde este momento desde que vine aquí puedo fui viene a ser la parte de pedagogía, de enseñanza, de, de, de académica, entonces ya vengo como a ver el, el tiempo, pues lo dedico más como al diseño de de sillas de madera de, de talla madera, la herramienta ahora es la motosierra y las será no el bisturí, sino que iba a presentar una motosierra dos motosierras que tengo para trabajar con la madera entonces en este proceso de quito es la madera y la talla madera lo que me motiva y además pues de la enseñanza, la pedagogía okay. y además pues digamos está aquí todo el, eh, el modelo no las, las personas están vivas en la calle o no encuentran ¿qué, qué hermoso perfil, que la, la, no, eso es, quisiera ser un, digamos, nosotros en la nacional hacíamos el dibujo artístico con modelos que las contrataban allí y tal, pero aquí nunca, nunca trabajé con modelos eh, afro, digamos, y aquí los tenemos, y eso es lo que quisiera implementar en la escuela. ¿no? Eh, de vernos como somos con los huesos la piel con los ojos con los labios con el pelo crespo chuto. esto es como el aprendizaje como aprender a vernos a representarnos como somos porque generalmente hay una caricatura detrás de todo esto no es mentiras es que hay una belleza espectacular digamos en la representación de del afro en en el arte, sino que no sea, digamos, no sea trabajado, hace falta, hace falta. Solamente vi en Kassel un lado comenta algunos trabajos de unos africanos donde la escultura la hacen eh, representando sus cuerpos, y la musculatura o la igual. Eh, pero ese es un tema aquí que hace falta por trabajar. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Muchísimas gracias Muchísimas gracias Quería como, que abriéramos un momento los micrófonos o no sé si Carmenza también tengo otra pregunta para quien quiera preguntarle algo ah. a, um, a Aníbal o decir algo de lo que vio no, no Ana Me parece todo súper, súper chévere pero tengo una duda súper grande y ¿eh? es ¿Cómo incluyó la experiencia en alemania dentro de sus actividades como artista bueno ya resulta que vine a descubrir la cultura africana a través de la, de la escultura encontré que el museo los museos en berlín llevaban exposiciones de piezas originales de en madera entonces yo pasaba horas y mirando este tipo de trabajo, es fascinante. Yo entiendo a Picasso que era un coleccionista obsesivo de las máscaras, ver las máscaras trabajadas por por estas culturas, que fueron muchos los que trabajaron. Entonces, eh, ver esa abstracción, la, además pudieron haber sido perfectamente figurativos, pero no. Es una abstracción que Uno dice pero hasta dónde puede llegar el hombre para representar con con, con figuras con geometría con abstracción eh, la figura bueno entonces es eh, maximizar es que? expandir entonces yo entiendo el término de expansión en la escultura lo que han lo que han hecho los africanos Eh, a los que, esa herencia que nosotros hasta aquí no, no la conocemos, pero sí llegué a verla ya en los museos. Entonces, eh, digamos, sí, y ahí experimenté, digamos, la posibilidad de qué tan africano podía llegar a ser, sensibilizarme hacia la, la estética a través de estos objetos, ¿no? artesanales o escultóricos de, de talla en madera eh, o tejidos eh, la verdad, o sus músicas, yo que sé, sus tambores. Eh, entonces, una aproximación muy, muy... Hasta conocí un allá en la universidad que agentes africanas con títulos de príncipe. Yo me decía, pero es estudiante normal. No, pero es un personaje africano con, y, y con toda su... Eh, eh, creencia alrededor de que era un príncipe no un príncipe de cuento de los hermanos sino un príncipe africano entonces era la dignidad del personaje joven y tal entonces eh, la, la, el contacto con esas culturas si sí, me, me marcó bastante el, además la multiculturalidad muy interesante y aquí pues en el en Quibdó estoy fascinado con con el paisaje humano urbano este es, esto es eh, realmente yo soy un privilegiado no estoy en Bogotá ni en Cali pero sí estoy en el Chocó y veo el río y la selva y la gente en el mercado vendiendo pescado y estas personas sencillas con su con su herencia africana allí, todos los días, no, ver a los niños, a los a las nuevas generaciones que crecen, y, y realmente, no, uno se pregunta de dónde vienen, hasta dónde vamos, en qué estamos, es una confrontación permanente, sí. Vale, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Preguntar, decir, comentar. Vale. Entonces, eh, si quisiera seguir, Ana, ¿quieres seguir? ¿O quieres esperar? Sí, está, bien? Dale, bien, está bien. Dale, super. Ok, bueno. ¿Cuándo eh, empiezo? <risa> bueno, eh, mi nombre es Ana Vergara, otra vez. Y yo estudio lenguas extranjeras. Siento que los idiomas también pueden conectarse mucho con el arte. Si hablamos de las conexiones del idioma podemos sacarnos más cosas, empezando por la perspectiva que tenemos del mundo. Pero, además de eso, siempre me ha gustado mucho pintar. Y desde hace como unos tres años, me comencé a interesar mucho con el arte, pero desde... Mi, mi punto de vista es como un hobby para distraerme de la actividades que normalmente. Y en 2018 tomó un taller de lettering, no sé si alguno ha escuchado que es el de ¿No? Bueno, es un tipo, de voy a compartir pantalla. Es un tipo de letra que parte de la caligrafía, que es dibujada. Y actualmente... Eh, se utiliza mucho en diferentes, o sea, realmente tiene muchísimos usos, hay mucha gente que lo ve solamente como un hobby, pero de hecho eh, a partir de allí se pueden crear piezas gráficas que usan para los pre-suéteres, que utilizan como murales, pero es mi cuenta. Uh -huh. Y además, me gusta mucho pintar con acuarelas, de hecho creo que me gusta mucho más que el lettering, pero es como que estoy explorando todavía, Eh, me gusta reflejar a través de lo que hago eh, tranquilidad y de hecho siento que el arte es una herramienta muy buena para más allá de eh, expresar una idea, transformar realidades. no tengo aquí una imagen, pero hace como tres semanas, a ver, alguna, pintamos un mural junto con otros artistas de aquí que hacen graffiti. Por aquí les muestro un poquito, por ejemplo, es con acrílico. Eh, Ana, eh, ¿ese perfil es tuyo de no tu trabajo? ¿El de trazos sí, creativos? Sí, sí. Acrílico eh, Por ejemplo, esto para que es acuarela eh, Y así estoy explorando todo un poco Realmente no tengo un estilo particular Ahora mismo Ha sido un producto de mucha exploración Pero principalmente Hablando del enfoque que tengo Con esto que hago Eh Para mí está enfocado en la expresión y en comunicar mensajes que cambien nuestra perspectiva. Por ejemplo, aquí está una que se llama blend son degradados. Y se usan diferentes herramientas, por ejemplo, estos marcadores, y punta pincel, la punta flexible, y nos permite hacer trazos gruesos y delgados, que son uno de los estilos que se manejan en el lettering. Y adicionalmente, me gusta mucho la naturaleza, entonces me utilizo complementos dentro de lo que hago que tengan que ver con la naturaleza, por ejemplo, flores, creo por aquí hay... Ah, bueno, aquí, aquí mis flores térmicas. Han sido muchas experiencias tanto estudiantiles, creo que han sido muy buenas, muy lindas. He tenido como honores de, de, de estudiar y, y pues, de acceder a, a, a la universidad, que era uno de mis sueños como que desde de estudiar. No, cuando niño pues era como muy eh, cortado. Fabián, de pronto quita la cámara para que solo te, te escuchemos y no se corte. Es que necesita... ¿Sí me escuchan bien ahora? Sí, sí, te escuchamos. Sí, ok. Sí, bueno, niña. entonces, el, uno a veces, como les contaba, necesita estimulación, a veces eh, de sentidos o, o tal vez eh, de... Eh, como les digo, eh, de innovación, no sé, tal vez de, de, de creación, de manualidad o algo así. Entonces, eh, mi inspiración nace luego que un maestro eh, ve mi dibujo, yo, yo dibujaba, pero era dibujada para mí, eh, hacía cosas, pero todo era como muy cerrado y no tenía como la, la, la, la perspectiva de hacerlo muy conocedor. Entonces, una vez, un maestro me pone y me dice, Usted, ¿qué hace? usted puede que gane plata, si, si, si lo aplicas de una mejor forma o algo así, yo no le presté atención a, en ese entonces, pero luego llega un amigo mío y él, es como el plug, ya él estudiaba arte, ya es eh, más bien, más completo, entonces ya él me, me inició por eso y bueno aquí eh, en la pantalla ven algunas fotos que a la prof le va a estar compartiendo Y ustedes dirán que, bueno, pero ¿esto que tiene que ver con los que él hace. Bueno, eso sí pasa de que eh, a mí me gusta la fotografía. Eh, ahí tienen unas muestras de algunas que he hecho. Y de hecho tengo muchas, pero no alcancé como a buscarlas porque son muchas imágenes. Entonces, eh, de esas son más o menos como unas que tenía en una página y logré bajarlas eh, y enviarlas allí. Y pues cada una de estas imágenes representa un esfuerzo, es como un lugar nuevo con el que he llegado y, y siempre me gusta como no sé la belleza como la, la paciencia eh, me inspira mucho la naturaleza me gusta mucho estar conectado con la naturaleza de hecho no me gusta mucho el ruido de los carros el ruido de nada de eso entonces eh, es como que esto me gusta mucho estar conectado eh, con la naturaleza y, y creo que el arte Eh, es inspirado por la naturaleza y pues el hombre creo que se basta mucho de eso eh, no sé si puedo hacer mi cámara y mostrarles un poco sobre lo que tengo acá o no sé si están viendo las imágenes cuál eh, lo que los lo que tengan al de aguata también las puedan ver allá y bueno acá les quería mostrar no sé qué tal se vea eh, uno de unos cuadros que he pintado también me gusta mucho la pintura entonces Sí, se un poquito borroso para eso. Sí. sí. ¿Y con qué tipo de pintura es? Igual que no. Si no alcanzan, a verlo bien. Bueno, esto. Igual que este que está aquí. Y bueno, este que aquí. Igual si no lo alcanza a ver bien o algo, o se ve siempre cortado, yo les, les tomaré una foto y se las enviaré eh, a WhatsApp. Eh, realmente me gustan mucho, o sea, en el arte, ahorita mismo yo les podría decir que tengo un fuerte en algo. Sí me gustan mucho eh, las artes plásticas, pero si sí tengo como un nivel en algunas. A mí me gustan mucho el baile también. Lastimosamente no les puedo compartir como videos y eso, porque últimamente me tocó más bien como borrar Casi todas las cosas de mi celular. Y más, más lo que como en páginas y eso, y me cuesta como un poquito acceder a ellas. Eh, respecto al arte, al arte, pues, simplemente tengo que decir que es más como una forma de superación, es una forma de buscar un nuevo mundo. Es como que el arte se transforma a un mundo diferente en el que vivimos. Eso quería decir con respecto a mi definición. Listo, tus cinco minutos te pasaste uno. Vale. Listo. ¿Alguien quiere preguntar? Sí, comentar. Maestra Carmen, se la voy con el micrófono activo. No tengo observaciones. En este momento solo estoy recopilando información. Listo. Gracias, Fabián. Entonces, para hoy solo nos quedaría Mariela. Si ya se unió. Mariela. Aquí la... estoy, sí. Listo, Mariela. Aquí ya volví, aquí ya estoy. Listo. Tú... Eh, eh, Carmencita, eh, yo subí sí, algunas imágenes a la... al WhatsApp. ¿Ya? A ver si tú me puedes apoyar con eso. ¿Vale? Déjame descargo y, y te las proyecto. Bueno, mi niña. Hay una primera que es la que quiero que me pase, que es como un cuarteto de fotos. Um, ¿Eh? Después sigue una que está de blanco y después dos imágenes, una con telón en un teatro y la otra en una escuela. Bueno, ¿puedo empezar ¿tá? Déjame, déjame. Descargar Presenta Bueno, eh, mi nombre es Como les he dicho siempre Mariela Menibarro, porque yo tenía mamá y papá Yo soy caleña <risa> Soy afro, afroindígena Soy descendiente de, de esclavos Mi tatarabuela fue esclava Parece ser que Mi descendencia viene de, del Saire, del Congo. Eh, y mi madre si era Embera Callapa, que son los cholos que van pues hasta el Chocó. Eh, este era Callapa, ellos eran cholos. Y nací en Cali en una familia de adultos mayores donde mi padre tenía 72 años cuando nací y mi mamá 56. Eh, esta sería la última. Eh, bueno, no importa. Entonces, allí está esa imagen que les estoy mostrando fue en el 2018, en una escuela en México, en el Festival Magdalena Tarahumara, Voz Láctea, porque es la comunidad indígena de América Latina donde hay más, personas que hablan su lengua nativa que es el rarámuri. Entonces ah, yo fui invitada por Colombia con mi obra de danza teatral que se llama Libertad y en ese video, pequeño video, estoy en el patio de una escuela enseñándole a los niños rarámuri una canción que dice: "Palito eh cae, cae. Eh cae, cae, te yo cantaba eh me cayeron encima." Es. Eh, fue muy bello en esta imagen en este pequeño video es una de mis instalaciones personales de vestuario y mis creaciones, yo que tengo en la cabeza eh, si lo puedes agrandar, se puede agrandar eh, bueno allí en el centro que ven eh, yo quiero que observen el centro del escenario, esa es la universidad la UNAM de Chihuahua la sede Chihuahua Allí me presenté con mi espectáculo el 11 de mayo de de mi, del 2018 y ese es un cuadro que se llama Funeral. Allí hago un canto eh, funeral del Palique San Basilio el cual canto que aprendí hace 45 años con el maestro Lorenzo Miranda que en paz descanse y yo lo uní a un escrito mío donde entre versos de canto y canto yo digo unos textos como decir este. Dicen que los muertos eran muchos en la matanza de las bananeras. Dicen que los muertos son muchos en los campos de Colombia. Esa fue el, el, el, la, la parte inicial que hice con este montaje para llevarlo a Europa, con un montaje que hacíamos una alegoría a las bananeras. Hoy en día el mismo cuadro dice, el texto cambió porque la vida cambió. Y el texto dice, dicen que los muertos son muchos en los campos de todo el mundo. Dicen que los muertos son muchos en los campos de Colombia. Y yo salgo llorando y esto que tengo en la cabeza es una creación mía con papel cristal sol y me he hecho un tocado donde a través de ese papel que es transparente se me ve el rostro yo entro llorando porque estoy llorando los muertos porque es un funeral y lo que alcanzan a observar en el piso son cuatro velas que denotan un, un ataúd es un velorio como tal eh, bueno eh, esto el traje es un traje, una túnica africana que he analizado que ese traje, esos trajes también tienen mucha similitud con la cultura guayú, que la que usa esas túnicas de colores. El traje fue diseño mío. Profe, ya está llegando a sus cinco minutos. Bueno, eh, continúe mami, cámbielo a la otra imagen, por favor. Eh, con esto yo he ido a Europa, a México, a Sudamérica, a muchas partes. La otra imagen, maestra, por favor. Esta imagen es mi familia. Allí donde estoy sentada, estoy en un bar de la melómana más vieja que tiene Colombia y, y, y Cali, que un año era de 84 años, y ese es su salón de baile, yo voy invitada allá y me tomaron el retrato. Y al lado está mi familia, mi nieto, que yo en los Estados Unidos sí es jugador de básquetbol de ciclo olímpico, es de alto rendimiento, está próxima, empecé a su estudio universitario, lleva tres años, mi hijo entrenador de ciclo olímpico y mi hija. Y acá en este cuadrito estoy con un grupo de estudiantes de la Comuna 1 porque yo soy pedagoga de la danza y di unos talleres con la Universidad Nacional de Colombia en Cali de pedagogía para bailarines de salsa que no saben, no tenían ni idea de qué era la pedagogía y cómo dar una clase. Y en la otra foto estoy en la Navidad del 2018 2018, y sí, 19, con mi bella hija al lado de mi pesebre, que es una obra de arte, eh, eh, porque yo misma pinto los telones, que no se alcanza a ver ahí, como ven ahí subí muy poquito, eh, e incursionado en la fotografía, tengo muchas fotos de flores porque me encanta tomar fotos a las flores, Y hay imágenes que veo porque tengo un poder de ver figuras en las, en los árboles, en las cosentes. La cámara me la robaron en un sitio que fui a trabajar, un hogar de bienestar y me dejaron loca. Todavía no le puedo volver a comprar porque es pues, con esta pandemia y esta última foto fue el 24 de diciembre del 2000. En la calle, por donde vivo, haciendo los arrullos del Pacífico y estoy cantando y bailando en la calle con mi traje del Pacífico completamente blanco, haciendo la alegoría de los arrullos del Pacífico al Niño Dios, que no son más que los villancicos tradicionales de la comunidad, del Pacífico Sur, que es el Valle del Cauca, Cauca y Cariño como tal. Porque el Chocón lo tenemos delimitado como el Pacífico Norte porque tiene otra especificidad en el folclor. Soy folclorista hace 43, a 40 años, estudié en la escuela de danza folclórica, la primera universidad de danza folclórica que tuvo Colombia, en lástima, la dejaron acabar, que es el Instituto Popular de Cultura, fui alumna de Delia Zapata, Manuel le dio aval a mis obras, y estudié teatro en la Universidad del Valle, he dirigido muchos grupos, tengo nietos y ya vi nietos dentro de la cultura de la de nuestra danza tradicional y soy importadora natural de la cultura ancestral y de las tradiciones orales del Pacífico. sur ese es como una pequeña semblanza de mi vida y me encanta aprender, Eh, yo hago locuras, escenografía, me invento cosas y me encanta porque el que inventa ya se murió. Este es como mi pensamiento. Muchas gracias. A usted, Mariela, muchísimas gracias a usted por toda la, la generosidad. A cada una de las personas que presentaron también, muchísimas gracias. Yo creo que más, da, más que darles feedback en este momento, Esperemos a que vaya avanzando todas las presentaciones y ahí ya como poder hablar hablar un poquito, concentrarnos como en retroalimentar de nuestra parte hacia ustedes. Entonces, ya para terminar esta, esta primera presentación, yo quisiera invitar que mañana se presentaran pues cinco personas más. Eh, si sí, Marta está aquí, Marta Mina, y, y si quiere hacerlo, obviamente, no, no para nada es una obligación. Marta, ¿quisieras hacerlo mañana, Marta? Bueno, buenas bueno. tardes Hola Hammer eh, ¿Es posible para mañana me pone la presentación? Listo, Hammer quiere mañana, perfecto eh, vale, vale. Carlos, ¿tú quieres presentar tu trabajo mañana? Eh, buenas tardes, pues bueno, me... Eh, pues no estaba como preparada, aquí estaba como apuntando ciertas imágenes en, en partir y unos enlaces de, de, de algo que he hecho, eh, pues, no sé si lo hice para mañana, no sé si lo hice para mañana, pero estaba pues medio preparando algo en Word, como uh -huh. lo más sencillo. Vale. Eh, pues aunque no, tengo, no es que tenga mucho pues que presentar. Pues si, si, si trabajas con música, arquitectura, diseño, construcción, Sí, claro. Yo creo que si sí tienes bastante facto, que presentar. Algo, algo, algo así puede que, eh, pues, no sé si me permiten presentar, pues, algo, estaba como como apenas mirando algo. Si me permite presentar pantalla, muestro, pues, un ejemplo de las cosas que yo hago. Pero sería mañana, ¿no? Enlaces, ¿no? Mañana. Ah, sí, bueno, mañana. Pues, sí, sí no, no es para hoy, sino que justamente si es como preguntándote, o sea, Hammer va mañana. Si quieres mañana, entonces, hacer la presentación. Eh, Marta todavía no está, ¿no? Marta está conectada, pero no la, no la Listo, vemos. Perfecto. Edwin, ¿quisieras? Edwin está. No lo veo. Sí, claro. ¿Quisieras, Edwin? Sí. Listo. Sí, claro, mañana. Eh, ¿Paula? ¿Paula Andrea? Paula, sí, pero mañana está súper. Listo. Y ahí una quinta persona, la profe Lola, ¿usted quisiera? Oh, no, mañana no puede, Buenas noches. Tenemos atención a padres de 2 a 6 de la tranquila. tarde. Es todo muy complicado. Tranquila, tranquila, perfecto. Eh, no sé si la, la sea... otra semana. Vale, si si sirle aquí sería sirle. Uno sobre aquí. Vale. No aquí. Hola, ¿a qué toy? Ah, sí, sí. La verdad es que la verdad es que no sabría ni qué hacer para porque... Ahora que estoy mirando todas estas posiciones y cosas, me quedo como que, ay, ¿yo qué presento? Porque yo, no, de arte, que... la verdad, como pintura, cosas así, nada. No, no sé nada. Pero justo el primer día que tú te presentaste, hablaste, bueno, de que tú trabajas como secretaria, que eres docente de idiomas, que tejes, y que empezaste este trabajo o sí. emprendimiento con la con la costura, ¿no? Ahí, si quieres, no sí, hablo... Sí, eres si, si quieres no mañana, puede ser la otra semana, pero puedes organizar como unas buenas imágenes de lo que has estado haciendo, porque es pues, importante para ti. Entendemos que no todas las personas que están aquí son artistas de profesión, sino que se están acercando a esto por por, por curiosidad, por atracción, por interés, por bueno, diferentes cosas. Ah, eh, bueno, para mañana no hay problema. Vale, y si quieres, igual puedes escribir por WhatsApp y organizamos un poco si, si, si, te, si quieres ayuda pues con eso. ¿Listo? Ah, bueno, muchas ah, gracias, sí, señora. Vale, bueno, entonces, Carmenza, ¿cómo vamos? Yolanda, Yolanda, mi nombre es Yolanda, Mariela, está ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Te silenciaste, Mariela. Que uno a veces se... Pues no. Porque se le quedan muchas cosas por fuera y realmente fue como muy rápido para nosotros porque yo tengo también o sea, mis máscaras, mis escudos y todo pero que como yo me cambié de casa todo está empacado en unas cajas y es supremamente uh -huh. difícil pues justamente uno de las es que artistas yo le quería decir a los compañeros que no han salido y que a veces uno se intimida porque a mí también me, me ha pasado Eh, artistas somos todos desde el mismo momento en que usted se mete a la cocina y pone la olla allí las frutas allí, este, este eso es un arte un arte para uno un arte conceptual cuánto no hay que le toma foto allí al jarrón y, y ahí, entonces, no sé no se sé, imp que todos tienen qué okay, todo el mundo tiene como okay ella y okay, a estas preciosuras. Muchas gracias, Paella. Mariela. Quiero felicitar porque para ella nada es malo, para ella todo es aceptado porque momento que uno acepta al interlocutor cuando uno está de maestro, coordinando y orientando y respeta los pensares de los que están al frente, merecen todo. Mi, mi beneplácito, porque ustedes son maestras, princesas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo creo que, que tiene mucha razón, Mariela, en, en, en animarles en que no se intimiden en presentar su trabajo y creo que un poco eh, parte de nuestro rol y aunque Carmenza y yo obviamente somos personas diferentes, que trabajamos diferente en, en los espacios en que, en que nos desenvolvemos, Eh, un poco creo que coincidimos en que puede ser acompañar y orientar ciertas cosas. Por ejemplo, ¿por qué ponemos esto de cinco minutos no como como una eh, regla para hacer la presentación? Porque tendemos a extendernos en general no cuando necesitamos hablar de algo y un, y normalmente también la gente que está ligada a las artes se va por las ramas, nos vamos por las ramas. Entonces, para contar cómo hicimos este esta fotografía de tal cosa o que sea, la imagen que sea, pues nos vamos hasta, y está bien, en el proceso creativo está muy bien, pero a la hora de presentar nuestros trabajos, pues siempre es ideal, eh, y, y sobre todo para las personas que se están o quieren profesionalizarse, digamos, en este oficio, eh, pues como afinar siempre, afinar, afinar, afinar, ir decantando, ¿no? Como poder presentar en pocas palabras imágenes eh, y con concreción en... Eh, eh, ¿Qué es mi trabajo? ¿No? ¿Cuál es mi trabajo? Eso no quiere decir que tiene toda la razón Mariela, que en cinco minutos no se va a resumir el trabajo que en el caso de una persona como ella lleva eh, tantos años haciendo cosas, pero, y tampoco alguien que lleve dos o tres años lo va a resumir en cinco minutos porque claramente ha pasado por muchas cosas, pero si sí es un ejercicio de concretar, y eso creo que es muy muy importante, no es el foco del taller, pero es muy importante para el ejercicio de pues en las artes. Entonces, ¿cómo estamos, carmensa ¿Cómo estamos? ¿Avanzamos? ¿Cómo está el clima por allá? Pármato, con, con pármato, sin pármato. ¿Ahora estamos sin pármato? Eh, eh, eh, sí, eh, Muchas gracias a la señora por las hermosas palabras. A mí me, me encantaría ser también el tipo de docente que Mariela está describiendo, pero yo hago un poco... O de del otro tipo de docentes, de, de los que se hacen odiar también, eh, pero porque yo también, <ríe> yo también pienso que cuando uno es artista, eh, pues uno, uno también está acostumbrado a, a, a enseñar sus particularismos, y, y pues claro, uno comprende y entiende, o más bien también desea que estos intereses de unos pobres ciertas... Eh, protagonismos y que también representen a, a, a un cierto número de personas, digamos que hay una empatía con los pensares de uno, con las reflexiones de uno, pero pues eso no es así siempre, ¿no? Entonces resulta que como cuando la gente dice, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, no significa no significa que vamos a bien, no caernos bien sino que Pues, lo bacano de ser artista, lo bacano de que el punto del arte sea tan extenso, tan multifacético, es saber que puede haber intereses, eh, particularismos que pueden, digamos, estar relacionados con los intereses de cada uno, ¿sí? Entonces es tan diverso, es tan diverso, y entonces digamos que en, esa, en ese ejercicio pues, también es muy cool Oh, es muy bacano como diría uno que escucharlos porque entonces uno puede ver que en este taller nos pues, estábamos con Ana que, tiene, que se le nota, además se tiene una fascinación por los brazos eh, por el ejercicio del lettering eh, pero entonces está tan fuerte como el de Mariela que está también como muy arraigado a la noción de territorio tradiciones ancestrales Eh, y también podemos ver como eh, el trabajo del, del prófer, que, que también tuvo la oportunidad de estar en otros países, pero ahora sí, eh, su vida llevaba también a, a volver a, a esas nociones de, de, del paisaje con el que él había, él había crecido, ¿no? Como a darle un protagonismo a, a esto Y después también como ver la búsqueda que tiene papeliano, ¿no? Entonces las espontaneidades que puede contar y decir, es que a mí un profe me dijo que esta vaina pues yo no la iba a poder monetizar me si iba por este lado. Entonces también está eso como de las narrativas y los sucesos y cómo uno va coincidiendo, o sea, y consolidando los intereses, esas propuestas como artista. A mí siempre me ha gustado mucho de eso, también como de la parte procesual, no de cómo la gente llega a las cosas. Entonces, por eso mi ejercicio es un poco más pasivo y como de escucha. Eh, pero pero pues a mí esta parte de, de ustedes compartan con con, con nosotros medios hace muy feliz. Y pues espero en algún momento también poder compartir algo de lo que hago con ustedes. Totalmente, sí. También después que pase al paredón, Carmenza. Hola Nelly ¿Cómo estamos? Estamos muy, bien, estamos muy bien Te doy yo Bueno, entonces pasemos a esta parte Ya ya pasamos las 6 de la tarde Entonces pasemos a, a materiales eh, Hola, Agradecería que quien esté ahí Nelly, di Te regalo 5 minutos ¿Te regalo 5 minutos para hablarle a todo el mundo? ¿O qué hacemos? A todos Eh, sí, pero, que... Que... pero ¿qué, qué, ¿qué quisieras hacer? es ¿Hablar o presentar tu trabajo? ¿Qué, qué, qué quieres hacer? No, eh, presentarme porque pues ninguno me conoce y ayer no... Eh, no te pudiste presentar. Cabrera. Ah, vale. Nelly, entonces aprovechemos que tú estás... Eh, Aportar, que quieres? Presentarte para que también se presente. Hay una persona que está aquí, Johan. Ah, bueno, hoy está. Bueno, sí. sí, cuéntanos, cuéntanos, escuchamos alcanzan a verme eh, primero lugar pues eh, gracias por el espacio y pues, eh, anonadada de tanto talento ni, ni tanto es lo que hay en colombia y todos los seres humanos como decía la propia mariela tiene su talento cada uno en su diferente forma pues soy docente de licenciada en ciencias sociales y en educadora y me encanta Eh, soy una bandera de la cátedra afrocolombiana y entre una de mis banderas de la cátedra afrocolombiana es la pedagogía envolvente el arte es una de las herramientas eh, básicas para la pedagogía envolvente ¿no? eh, el modelo de pedagogía envolvente que que permite ser flexible y para que el estudiante pueda o el educando pueda entender muchos conceptos. Entonces, el arte de cualquier eh, mirada es muy es muy enriquecedor para uno puede desarrollar desarrollar la pedagogía continuamente. En Entonces, me encanta eh, la primera sesión no puede estar, ayer es puede estar, pero es, eh las confieso está entre una reunión entre ustedes y haciendo un trabajo, como nos toca mucho, pero pues se asorbe un poquito de aquí. Y un poquito de allá. Si les mostrara cómo tengo esto aquí, es un caos. Y aquí tengo como eso que ustedes hicieron, la vieja. Bueno, mi mamá se fue y la, la consiguió, ella con hecho el chocuana. Y ella cocinaba, pues, ahora poco, porque pues ya no estamos aquí. Y me la consiguió. Bueno, en fin, estoy esperando a ver qué vamos a hacer. Entonces quería, pues, como felicitarlas por el espacio. Eh, todas, pues, sorprendente Ayer lo lo alcancé a ver. Yo soy la que mando las imágenes en el grupo. Entonces, porque a mí me encanta tomar fotos. Entonces, es como mi, mi registro. Entonces, me importa cómo me salgan. Yo tomo y tomo y tomo y tomo y me encanta. Y eh, siempre... Es la que me llena la memoria del teléfono. pues eh, Les recomiendo, cuando ustedes estén el grupo, hay algo que no. se <risa> si llama. Si hay archivos y ustedes en el grupo le dan y allí pueden mirar, pueden visualizar, pero no les queda en la memoria lo que ustedes no necesiten. Eh, eh, ustedes pertenecen ya ya nos dimos cuenta. Sí, entonces, con, el, con el hack para verlos. Las, las imágenes siempre después de una sesión y ver los gestos de las personas. Ayer miraba ¿Cuántos gestos eh, similares tenían, por ejemplo, la profesora, profesora carmensa y la otra profesora? ¿Cómo es tu nombre donde dice...? Animal viajero, ah. no mentiras, mi nombre es Yolanda Choiz, Rivera. Yolanda. Entonces, hubo un momento que estaba yo tomando foto y las dos se llevaban la mano a la, a la, a la boca. Entonces, yo estaba mirando, eh, eh, eh, si eso es arte, estaba yo mirando las expresiones del uno y cuántas estaban similares y bueno, estaba metida como en otra película, escuchando todo, ¿no? Y fue fabuloso. Es un bueno, pensamiento ah, artístico, ah, es una acción artística. artística. Bueno, ya me estaba preocupando. Claro. Eh, por ejemplo, el tema de, como también, o sea, convivo en, entre Candelaria y Cali, el tema de la caña de azúcar, aquel cuando estaban presentando la exposición de, de Fabio Melecio. Sí, Fabio, eh, eh, encantada porque siempre me ha gustado. Eh, yo hice ese tipo de trabajo con mis estudiantes. Yo tengo un rincón afrodescendiente, un pequeño museo en el colegio, pequeñito, le digo yo, un museo. Eh, cosas, a todo ese gente, Y nosotros hacemos exposición. Y dentro es uno de los primeros herramientas que me llevó, una párcara que me dijo el estudiante, del papá, de la primera que yo trabajó cortando caña, y, y el papá me la mandó a regalar y dije que si no recuerdo de él, que, él que, era, que me parecía un buen lugar, después eso me tomé, entonces eso me hizo recordar a ella, entonces de todas maneras me felicito y continué, y, y, y chévere. Muchas gracias, profe Nelly, muchas gracias, muy bien su, su aporte. Eh, bien, entonces ahora vámonos con esos materiales vamos a mover las manos, el cuerpo vamos por esa vija y por ese achiote quien pueda prender la cámara por favor para que veamos en qué estado tiene cada persona su material y yo creo que en esta parte después de las presentaciones yo no tengo ni la vija ni el achote ay Mariela yo tengo el jabón. ¿Cuál jabón es que yo no he podido ir a donde lo venden en la galería ah, en la vida es un Ah, ahora de donde vivo. Bueno, Mariela, ah. pero entonces hagamos algo, ahí estoy viendo que en tu caso trabaja con cualquier, si, si tienes la tinta o tienes eh, algo de color rojo, trabajemos con eso por ahora, ¿vale? Ah, ah, sí, sí, sí, tengo a ver, es que a ver, bueno. ah, toda mi casa había empacado. Bueno, les decía si el... necesitas en un en un recipiente de Tinta roja, dice Si tienes algo rojo con que puedas trabajar y papel, entonces vamos. yo eh, Hoy en la mañana les envío un mensaje a WhatsApp como diciéndoles que sea falta pues como un, un palito, ¿no? Eh, y que si tenían alguna, un aceite de base, me decía mineral, bueno, un aceite que en últimas pues de, de cocina, en todo caso un aceite que no sea tóxico, lo que quiero decir, que pueda servir como disolvente. Eh, pero... Pero, Yoli, ¿ustedes van a dar alguna orientación de cómo preparar el achiote con el aceite? y Yo luego lo puedo sí. hacer, yo lo puedo hacer el sábado, sí. que puedo ir allá al mercado. Sí, tranquila, vamos aquí en, en ello. Y creo que después de esas presentaciones que ustedes hicieron, sé que nos puede ayudar mucho en esta parte también el, el profe Aníbal, porque he trabajado con muchos materiales eh, de tierra, bueno, como mmm, vegetales. Y, obviamente, quien no haya trabajado también con pintura, con óleo, también puedes aportar mucho. Entonces, ahí estoy viendo que, bueno, Hammer tiene su material, también eh, Janet lo mostró. Sí, Janet tiene... Bueno, lo primero sería preguntarles, ¿hay un grupo de personas quienes recibieron la caja? Aníbal, ahí está. Listo. ¿Qué lo tienen? En la bolita que viene... Carlos también, súper. En la bolita que viene, que lo venden en Quinto, ¿no? Como Vija. Eh, Shirley también, buenísimo. Como yo no conozco esa bolita, les pregunto, bueno, Paula también ahí nos está mostrando, esa bolita viene en un material aceitoso, me imagino yo, ¿no? Como que es más como una pasta como de base de aceite. Por ahí me van me van diciendo sí no. Quienes tengan la bolita, ¿alguien me puede decir, por favor, eh, si es aceitosa o si está diluida? Es como es agua para no tal, no, no la desamarró, pero es como para todos se siente como suave. Ya mismo mami, desamarras esa vaina y úntate a ver qué lo que es cómo se siente, qué es lo que sí. está pasando aquí. Okay. Un, menos clip, más acción. Okay. Listo. Listo, hay una parte entonces que lo tiene en la bolita. Hay otras, o Alejandro también ahí nos está mostrando, pero no no se congeló su imagen. En esta, exacto, la pasta. Entonces, por favor, sáquenla y todos fíjense, Fabián ahí ya la tiene como diluida. Listo, ah, listo. Dame un segundito, ya voy para allá. Entonces, hay una parte del grupo que lo tiene en, en la bolita. Hay otra parte, hay otras personas que tienen el la, la pepita quienes tienen la pepita? Entonces se van a poner en ese momento, por favor, a macerar lo más que puedan, como piedrita o lo que tengan para macerar, que quede lo más pequeñito posible. No me acuerdo quién es que decía que le estuvo dando y dando y dando. Ah, eh, no sé si es José Alejandro. No, no, no, es eh, Juan Manuel creo que, Juan Manuel creo que era el que dijo que le dio y le dio y le dio, pero que era difícil. Eh, ah, bueno, Juan Manuel está diciendo y se regó. Yo le pedí a mis hermanas que me lo trajeran. Vale. Entonces, quienes, repito, quienes lo tengan en polvo, pues, a, perdonen en la pepita, pues, vamos a, a, a macerar. Y quienes lo tienen ya en polvo, que es mi caso también, como quienes lo tienen así, en ya pulverizado, entonces lo van a poner en aceite. Eh, en Él también en... está como plastilina. Listo. Como joven plastilina. Sí, sí quienes lo tengan en polvo. Es, es, es un pigmento muy, muy, muy fuerte. Uh -huh. eso mancha muchísimo los dedos entonces sí. hay que tener mucho cuidado Mira. porque van a terminar ya manchando. me estoy manchando eh, pues es la ya me estoy de manchando para ser practicida ah, por favor este, este, el color es muy intenso muy intenso sí, recuerden que entonces también aquí hay una cosa ya. como de lo sensorial no no tengan miedo de, de, de untarse, de mancharse quedar tres días con los dedos rojos <risa> listo, profe sí, sí, sí. yo, yo Yo tengo, yo tengo aquí el achiote que utilizo para la la co cocina. Para la cocina. Tiene es un frasco que también esto, es, uh, esto se utiliza en, en las sopas o en las salsas. Tal cual. Todos utilizan Tal cual. Ahí de pronto pero, lo de esas verduras sí, es, es delicioso, digamos. Un bastante aceitoso. Sí. sí, Mariela, si tienes pero ahí no, color pues, o achiote. Este Y no me acordaba, me fui a buscar allá a la cena porque Buenísimo. hace tiempos que no lo utilizo y me acordé. Y mira, ahí lo tenía, tengo este poquito. Buenísimo. ¿Sirve? Sirve. Ahora sobre Ay, yo falta... cocino con esto, ¿Un poco... con cúrcuma. Epa, vete por un frasco y vas a poner una cantidad. Eh, pues, mira en este caso cómo está, la mitad de esto que te estoy mostrando es achiote. Oh y la otra mitad es aceite, vele colocando Ajá. poquito, haz de cuenta que vas a hacer un pigmento, ¿no? Haz de cuenta que vas a hacer algo con lo que vas a, a pintar. En el caso de usted, profe usted que está ya con, con, con ese material, para diluirlo, eh, en el caso de esa bolita, porque no la conozco, ¿qué es lo mejor? Eh, ¿Qué cantidad, más o menos? Mira, no, ¿sí? sí, nosotros, bueno, yo tengo aquí esos bracitos de compota, si usted tiene un frasco de vidrio o un pocillo de porcelana con menos de media cucharita, uh -huh. una cucharita de estas, ustedes lo pueden y, y, y, y lo pueden mezclar. Yo tengo aquí un disolvente de trementina. José, también it. que no es mucho mejor. Rafael, Aníbal. Él le echa aceite determinantas. De puedes sí sí un cualquier aceite pero pero no sé con, con el papel el problema es que trapa el sí. papel y se va a, a volver transparente el el papel. Sí, no importa eso va a pasar así de, lo que eh, dice aníbal es esto perdón le, mariela de cocina el, el, el aceite lo que hace es volverlo eh, transparente usa el de almendra es ¿no? por eso el de, por eso la concentración no tiene que ser o sea tiene que ser Poca, vayan midiendo, ¿no? Vayan mirando, Poca. vayan observando es que les vaya quedando. Que solamente una punta pero, pero, de... Pero se revuelve, perdón, una pregunta, ¿se revuelve con aceite o con agua o con qué? Con aceite, ¿Qué usted, Mariela. Yo, pues, gusta, yo no, no vaya por un frasquito o un vaso algo que pueda meter el achiote y vaya por ya su aceite. Eso, y vaya por algo con lo que pudiera revolver y al mismo tiempo puedes ver listo. Listo, listo. Eh, pa, listo. Y voy a utilizar el, el profe nivel tiene razón, ya o sea, que no sé si ustedes que ven esto. Ese es un papel que claro, como como en mi <risa> consistencia, la consistencia del mío está muy aceitosa, obviamente el papel va a quedar pues sí, muy aquí lo pueden ver, muy aceitoso. Pongan doble papel para que no se les vaya a manchar pues la mesa y tranquilos que hoy somos los aceitositos. Bueno, mientras ahí van preparando y van mezclando materiales, pues, para yo creo que en general estamos muy familiarizados con el axiote. El axiote es un arbusto que tiene, pues, como una gran historia en, en este continente, ¿no? Eh, porque ha sido utilizado por los pueblos originarios eh, de hace mucho tiempo. Y también, eh, pues, no conozco, pues, exactamente de dónde viene, si proviene de Asia, no estoy tan segura. Hoy está leyendo, pero había como varias... Eh, Eh, historias, bueno, y el achiote, yo tengo aquí, ah, perdón, sí, no, para terminar, pues, para el achiote, pues, es un, un material muy, muy, un ingrediente muy popularizado, porque se usa en la cocina de muchos lugares del mundo, eh, y tiene un uso cosmético, pues, que es, es mucho más incluso lo que nos imaginamos, ¿no?, para muchos productos y para muchos eh, alimentos también, se usa alimentos procesados incluso. Y creo que pueden, pueden estar intuyendo bien que la razón por la cual estamos trabajando con achiote es porque tiene que ver mucho con nuestro territorio, ¿no? Alguien dijo hace unos días, ah, sí, que los, los indios se pintan con esto. Pues, como que también quiero que, que no nos olvidemos de eso, de que las personas de comunidades originarias eh, utilizan fuertemente el achiote porque eso va a, a retornar, pues, en este ejercicio entre hoy y mañana. Aníbal, ¿qué vas a decir? Seguí el, el frasquito de compota y resulta que en el, el frasquito había muy poquita agua y con apenas la punta de una cuchara. Como Listo. Les, no, ahí nos, eh, estamos viendo lo sí muestras. Ahí, un poquitico. Ya con eso es suficiente. Eso es, ya estoy dibujando con eso. Pero Listo. con agua también. Vale, vale. Agua el aceite el... con claro, agua es, es más fácil. ¿José? ¿José? Sí, yo creo que para quienes tienen, la, o sea, miren a ver cómo les queda mejor. Yo estoy sugiriendo aceite. Ay, perdón, José, ¿Puedo? sí, cuéntanos, cuéntanos. Me acabo de decir, ¿entonces mejor ¿Te yo ni con agua o con aceite? Un momento, Cuánta María, años. la llamamos que José está sí. contando algo. ¿Puede repetirlo, José, por favor? Sí. Digo que en Ecuador, un pueblo donde vive una tribu que se pinta el cabello de Conachapu, se llamaba Santo Domingo de los Colorado, precisamente okay. por eso. Después de la ley, el de llamaron en broma, Santo Domingo de los Colombianos, porque estaban demasiados colombianos por allá. Pero últimamente también con el presidente Correa, para no poner ese nombre de colorados, le pusieron Santo Domingo de los Sáchigas, que es el nombre de la tribu. Santo Domingo de los Sáchigas. Pero es muy curioso porque ya se explica de todo con rojo. Luego que varias tribus indígenas hacen lo mismo en otras partes del, del mundo. Sí, total. Súper, José. Mariela, la respuesta a lo que decías es Eh, si ya lo mezclaste con aceite, mantengámonos con aceite. Si todavía no lo has mezclado, también lo puedes mezclar con agua. Yo lo estoy prefiriendo con aceite porque en la segunda parte de ese ejercicio pues entenderán por qué con aceite. Pero para ahora, para identificar el material, para ver eh, quienes ya han pintado o, o yo creo que en general quien ha hecho un pan, una crema o lo que sea, es como buscar la consistencia del material para que le sirva para para pintar. ¡Epa! Mira, Aníbal ahí ya nos hizo un retrato. ¿Quién es? No, no. ¿Quién es? ¿Quién es lo de retrato? Tiene aquí. gafas ah. Gafas redondas La maestra Carmenza O Mariela, no sé, es Carmenza La seriedad que la distingue Bueno eh, Entonces yo creo que decía que, que accidentalmente El aceite También se disuelve con agua Pero me estoy dando cuenta Aquí que pues el secado es muy lento ¿No? Seguramente eh, con agua es, es no ha bueno. quedado un efecto bien interesante de todas maneras. Listo. Entonces ya Aníbal eh, hizo como el siguiente paso y es que lo prueben sobre papel. Si alguien ya se adelantó a probarlo es papel. sobre papel. Exacto. No. yo yo nunca lo había utilizado, Ajá. pero yo pinto muchísimo con acuarelas. Realmente el óleo lo uso muy poco. Sí. Y, y papeles y en este chaño este caso que se usa óleo es mejor usar, o sea, como si tienen cartulina Durex o algún papel que sea más grueso para que no se parta o se ponga muy transparente, lo ya no se vea. Por ejemplo, en mi caso está todavía muy diluido y si pinto un papel momento, que es muy delgadito se queda muy blanco y no se va a ver lo que sí, hay. Pero hay si tienes... Palma, palma pero ¿tú lo, tú lo, ¿Cómo lo tenías, Ana? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Por bueno. la, piedrita, la piedrita, ¿no? Eh, y no lo he intentado, lo sea, he hecho siempre, pero no... Lo que no pasa puede. es que, hay que a veces hay que o dejarlo en agua para después macerarlo, o bueno, hay gente que lo macera así seco también, con mucha fuerza, eh, y también para tinturar objetos como tela, en fin, se cocina, ¿no? La Se cocina, Mariel. Mi abuela... Mi abuela mantenía eso en una ollita de barro, al pie de la estufa de leña, porque en mi casa había fogón de leña y horno de leña, y ella mantenía eso en una ollita de barro, y uno yo me pintaba la boca, los labios de rojo con eso Buenísimo. cuando era niña. Pero ella le echaba manteca de cerdo. Uh -huh, tal cual. Porque la manteca de cerdo en esa época era una manteca muy natural, no era, ellos mismos la sacaban. Uh -huh. Uh -huh. y eso era que le echaban a la comida eso, eso es importante y entonces luego cuando esto queda así profe, tiene que quedar como una como una masita o, o más diluido para que puedas escribir dibujar, pintar, ¿listo? no tan diluido pero que te permita, ah. que, te permita que lo uses y que no te quede como un grumo en el papel con el, es el pincel. pincel, yo tengo pincel porque es que me o palito, palito. Ahora, justo lo que dijo Mariela es importante porque como bien leyeron en la descripción del taller, un poquito la idea es indagar en la historia de los materiales. Entonces, si ya tienen el material, si ya lo han puesto en papel, la segunda parte de este ejercicio, y nos vamos a regalar un ratico ahí como de, de concentración en el papel, y pues silencio, un poquito de, de, de concentración, y es pensar, mientras van pillando el material, es eh, a qué les recuerda ese material, mariela habló de su abuela, no como qué relación, qué cosas previas, qué relación previa tienen con el material, y por ahí derecho, por favor pensemos en quien nos antecede, no que quien en nuestra familia es eh, mi mamá, mi papá, los papás de mi mamá, los papás de mi mamá, Como ir un poquito hacia atrás, vamos pensando en eso. ¿Cómo es ese árbol genealógico, no? ¿Quiénes son esas personas que están allí? ¿Quiénes son esas personas que están allí? Aquí es curioso, hay una asociación que me produce esto del brillo, es como el lacre. Esto que las cartas que los españoles sellaban con lacre, entonces tiene como una textura así... Si es voluminosa, uno le puede poner el sello del duque o el sello del rey. Uh -huh. Una cosa así, pero tiene una algo de textura así como medio colonialista, uh -huh. colonial. Vale, vamos a arreglarnos unos cuatro minuticos de ir pensando en eso, ¿no? De ubicando esos ancestros, esas personas de en la línea familiar. Ya pinté. Perdón, no sé me, me ausentí un momentico. ¿En qué consiste el resultado de hoy? Estamos yendo por partes, José. Entonces, la primera parte era probar el material, como ver en qué consistencia lo tiene cada persona. Y la segunda parte en la que estamos ahora es... Ir pensando en qué relación tenemos con este material no que nos hace pensar mariela habló de su de su abuela por ejemplo no tiene un recuerdo familiar donde la abuela lo mantenía al lado del fogón y mariela se pintaba los labios con con eso que la abuela mantenía allí entonces en ese sentido vamos a ir pensando pues como en, en las personas de nuestra familia en ubicar a esas personas no ubicar a nuestra mamá ubicar a nuestro papá ubicar, ubicar la madre, padre de, de esa mamá, de ese papá, ir pensando, ¿no? y trayéndolos como a la memoria. ¿Quiénes son? Ir ubicándolos. Yo, yo me deja pintar antes. Al grupo una imagen de cómo me quedo. O sea, todavía no está espeso, pero sí se nota el pigmento sobre el papel. Sí, ya lo puedes usar, sí. Úselo tranquilamente. Sobre ese papel podemos ir escribiendo los nombres de esas personas. Como una especie de árbol genealógico de nuestro origen, ¿no? Hasta donde cada quien pueda llegar. Jorge eh, Yolanda o sea que lo que vamos a hacer es escribir los nombres de los cielos alcancemos a recordar de nuestro árbol genealógico en este momento estamos haciendo eso ¿sí? con este material no con el material que tenemos en la barra Pero yo hice esto. Dale, sigue, sigue por ensalando. En tras... Pues, María, no. o sea, por ahora son los nombres, pero si tú quieres hacerlo con dibujos también, solo como voy pensando en esas personas, ¿no? Es que yo hice a mi mamá en una canoa, porque mi mamá andaba en canoa con mi abuela y mis abuelas. Dale, pero entonces esperemos a que la gente pueda ir haciendo sus ejercicios antes de compartir. Bueno, bueno. Bueno. ¿Qué es que que quiero? No, lo no, sé, no. Claro, puede ser de esa familia cercana de sangre o puede ser de lo que ustedes consideren una familia, ¿no? Lo que para ustedes sea su familia, o sea algo familiar, cercano, en lo cual se arraigan, digamos. sienta que ya ha terminado esa parte y, y cerciórense de que si pueden levantar esa imagen y no se les va como a chorrear yo les comparto por aquí más o menos para poder pasar al siguiente a la siguiente parte por aquí ven Pero a el mío, Cirlei. Cirlei. ¿Ya catalé? Es que es que no está activada tu cámara. No, ah, sí, está activada. No, pues yo veo sobre todo. ¿Qué ¿Sí de... está activada? ¿Allí? No. Ah, Pues sí. No, mira, ¿Sí, yo, pero, bueno, no ahora la... sí, ahora sí aparece. Estoy viendo el de ¿Ya? Nelly. ¿Cómo van mis letras? <risas> Ay, no la veo, perdón, no sé si es mi, mi navegador, pero no solo veo tu, tu imagen, no veo la Un segundo voy a, a ver si refresco. Veo, veo la de No, no, la de... No, no, se ve, no se ve, Veo la de Nelly, puede no ser. No saber Debe ser un problema del navegador no. nuestro, no del tuyo. No, señora, no se ve. Hay algunas personas que sí te ven. Entonces, sí, sí. Sí, sí. He Ahora pregunta. que la quite, pero... Listo. No, sí, sí. Se te está regando, Nelly, se te no está regando. Se, se, se está regando la... la, la, la... No, no, no. Sí, sí. Se está regando hacia abajo. Así es que les desea, que tengan cuidado para que no se regue. También se regó, hace rato. hace rato, pero ya secó. Bueno, está llorando, ese ser está llorando, pero se riegó justo por los ojos. Entonces, ahora... se le puede tomar fotos para que no se rieguen. Ahora, tranquilo, no se preocupen por tomar fotos ahora, porque todavía apenas estamos iniciando el ejercicio. En este momento, la idea es, algunas personas hicieron letras, otras personas hicieron dibujos, con lo que estoy viendo, y... Recordando un poquito lo que pasó en el ejercicio de ayer, por aquí veo también el de, el de, el de José Alejandro, Ajá. hay letras, hay dibujos, hay, sí, ahí lo vimos José, muchísimas gracias, ve, ve, sí, letras, exacto, sí, ahora, con, con miremos eso que que hizo cada quien, no lo que cada quien hizo, ahí. están los dibujos, la gente que graficó, hay gente que escribió letras, Vamos a pensar en cómo simplificar eso que acabamos de hacer, eso que representa de alguna manera, ahí vemos también el de Fabián, eso que de alguna manera representa eh, un, una especie de origen, ¿no? Como una manera de representar esa genealogía, cómo poder simplificar eso en una figura más eh, de un icono más de líneas, puntos y formas. ¿Me hago entender? Que eso que acaban de hacer ustedes se simplifique aún más, se concretice aún más en una forma, en una forma. Bueno, yo y me estoy escribiendo los nombres, pero hizo una plot pero justo lo que vamos a hacer ahora Ana ah, ya. Es... sí, ya lo vemos justo lo que vamos a hacer ahora es una flor y es como pensé mi abuela porque era mucho de las flores sí, listo Entonces, ahora, ahora lo que vamos a hacer es con todo eso que estaba aquí en ese papel Vamos a crear una sola forma no figurativa no es la, la la forma de una mamá o no es algo que de alguna manera en formas que son líneas puntos triángulos círculos eh, abstracciones vamos a simplificar eso que acabamos de hacer en una sola forma Entonces, recuerdan que hace un momento aníbal dijo que cuando veía el, el, el material le pensaba en los sellos en los en el locro, creo que se llama, como en una figura que identificaba como unas familias reales o unos escudos o algo así, eso es lo que estamos tratando de llegar, a simplificar esto en una imagen más eh, puntual, más abstracta casi que si uno tuviera ese sello pudiese identificar, a ah, esa es Ana ah, esta es eh, Paula, o esta es Nelly o esta es Carmenza Pero, eh, entonces hay que mostrarle lo que hemos hecho, yo en este momento? No, en este momento pasado fue este en este momento. Ahí Lola silencio. es gracias, Lola. En este momento, Mariela, pasamos es a de esa figura que tú acabas de hacer de tu mamá en la canoa. Se vuelve a activar, Lola. Ay, tranquila, Ay, tranquila, tranquila. De ese de esa figura que tú hiciste de la canoa simplifícala en una sola eh, en una sola forma. O Se vuelve la más líneas aún, más concreta, más sintética. Casi que lo que te decía que si puedes hacer un sello, esa fuese la imagen que representa un poco este árbol genealógico de esa familia o ese origen. Más cercanamente ¿Esto sirve? No, no sirve. ¿Cómo que no sirve? Es la es lo es el antes. Ahora vas a simplificarla aún más. Si tenías una mujer en una canoa y y un y tenía como un, un gorro, un Es turgante. que no es mi obra, eh, o sea, yo lo que he puesto ahí son elementos simbólicos de mi cultura. Sí, pero todavía es figurativo. Todavía cuando lo vemos vemos una, una persona, un ser que está en una Ajá. canoa. Sí, ahora vamos a simplificarlo y, aún y los más. Nombres... Eh, eh, pero mami, y los nombres que puse alrededor, entonces, ¿qué hago con ellos? No, es que bueno, ahora estamos... De hecho, es que el, creo que me salte una cosa y es en otra hoja, ¿no? Coge otra hoja y vas a simplificar ah, y salte. Ah, ya, ¿por qué no dijiste? perdóname esta, por favor. <risa> Exacto, o sea, como que todos estos, okay. todos estos nombres, todo, todo lo que estamos haciendo vamos a una sola imagen, una sola imagen. Listo. Eso sería el momento, momento, momento, momento, momento. Espere, espere. Tchau, e tchau. Tchau, e tchau. Tchau, <síntate> tchau. E <SILENCIO> aí Nelly está hablando por celular y no está haciendo su abstracción de su dibujo. Quien, quien quiera y sin prender todavía el micrófono y pueda ir como mostrando. Ana, lo puedes pasar a una hojita, o, bueno, o lo puedes recortar y ya, como que te quede como parte Por ahí veo también uh, es estas pantallas de, de Janet. Janet, aún lo puedes simplificar más. Mi, por ejemplo, Shirley. Si le llegó al al al punto de simplificarlo. Listo. ¿Qué más está por aquí? ¿Será Juan Manuel? ¿Nos lo puedes volver a mostrar Juan Manuel? ¿Es, ¿Se ve arriba? ¿Arriba es el primero y abajo es el segundo o todo es el mismo? Sí, abajo, arriba primero y abajo del... Tal cual, sí, exacto, Juan Manuel también, así lo simplificó. Janet, ya estás llegando a, a, a simplificarlo completamente, es decir, a que no cuando uno lo vea no pueda representar un árbol, pero todo, no, no sea el árbol como tal, de las hojitas y todo, sino simplificarlo en formas. Ana también, Ana también ahí llegó a una a una forma. Súper, súper. ¿Quién más quiera? Paula, si quiere por ahí mostrar. Patry, si Patry no muestra, se acabó este ejercicio. Mentiras, Patry. No, yo, yo... Yo la estoy... Me el... Listo, eh, eh, ahí también estamos viendo el de... El de Edwin. Ajá. El, en el de... Edwin. Hola, me escuchan. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Paula, Paula, sí, Paula. Sí, Paula, ¿quieres mostrar? Ajá, te, te, te pasa lo mismo todavía que a, que a Janet, que ya está llegando a simplificarlo de una forma, pero todavía está muy figurativo, todavía hay muchos, el pelo, ojos, simplifícalo aún más, ¿no? Como que queden que prácticamente formas. Eh, Shirley, vuelve a mostrar el tuyo, porfa o Ana, o Juan Pablo. si sí, ven? Ellos Hola. llegaron como a simplificarlo. Exacto. A ver, Carlos. ¿Observan? Sí, observamos. No, es, es, lo entendiste muy bien, pero vas en la primera, en la segunda parte. ¡Ah! ¡Se puso guantes, Carlos! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Mentiras, no, tranquilo, todo Sí, sí, sí. Ahí vemos. Bueno, Está ahí. Parte, bien. Por la ¿eh? primera parte. ¿no? Es que se tiene que escribir los nombres. Ajá. Los tenientes pasados. Sí. Los van a recordar y lo que me Luego es el nombre propio. Sí. Y pues finalmente llegué pues a esta comunicación. No sé si explico por pues, Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí te explicas está, está, está muy bello, pero ahora la tercera parte de este ejercicio es con base en esa imagen que tienes ahí que nos estás mostrando, llega a una sola forma que simplifique todo esto, que, que, que sea la abstracción de eso que estás haciendo allí, porque yo puedo ver por ejemplo ahí que hay unas montañas, pirámides, hay alguien que está soplando con un hálito de vida, Hay unas personas que están o en el mar o en como una... Hay unas personas, hay unas casas, está el sol. Ajá, hay mucha información, ¿no? Entonces, donde vamos a llegar es a simplificarlo, a hacer una abstracción de eso que está... Que de, esa, de esa segunda parte vamos a llegar a, hasta el, hasta el final. donde está...? Eso, alguien más estaba mostrando, ejercicio. creo que era Lola. Antes de que el ejercicio, salía un programa de... El... El... Antes de que ajá, quiera lo hacer, se va y se sí. pueden hacer matices también. Sí. Observamos. Representa nuestro arquitecto, me encanta. Cada quien obviamente hace desde su, su imaginario. Sí, pero ahora el reto para ti, que, que tiene digamos como la facilidad de sí, poder ya, hacer ya, formas, abstraer, exacto. Vamos a abstraer aún más. ¿Alguien más quiere mostrar? el ahí veo, se me congeló la pantalla de Mariela. De varios se me congeló la pantalla, pero para aquí les comparto el mío. Como los rayos, como los archivos secretos X. Esa es una letra M. ¿Cuál, cuál? Aníbal, ¿está mostrando? La corona. Ah. La corona de los morenos. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! Ahí hay una abstracción. Listo. Listo. Sí una bebé, Aníbal? ¿No acaso? ¿Ah? ¿Tienes una bebé? Sí. Ah, sí, sí una niña de cuatro años. Ah, sí. la, la, Ella dice que esto es una corona. La que lleva esa corona. Súper. ¿Alguien más quiere mostrar? Que ya le dijo algo, uh -huh. pero no alcanzó a escucharla. Y a Ned y Paula ¿lo están, están... Yo, ¿no, por aquí. Falta un poco los grandes que apoyan compañero, porque yo también apoyan los grandes por las uñas. Ah, por las uñas, claro. que son estos artistas que no me quieren untar las manos? ¡Dios mío! ¿Dónde estamos? Voy a decir el Banco de República y cancele rápidamente este mentiras, bueno, bueno, entonces como nos quedan ya tres minuticos para acabar el, la parte esta parte del taller, mañana me voy a robar un, un momentito, Mariela, listo, súper, ahí lo que estoy viendo, la figura, eh, llegaste, llegaste, pero lo que viendo es que el material te quedó muy grumoso, que en, en, en, la, en diluirlo y esto, de pronto, claro, como llegaste, no, pudiste, no me pudiste hacerlo previamente, Estaría bueno que trabajes más al material para que te quede con la consistencia adecuada y lo puedas volver a hacer, ya este que nos estás mostrando, pero para que no te queden esos grumos tan grandes de que estamos viendo ahí. ¿Listo? Venga, que le voy a mostrar el otro. Paula. Sí, es que me quedó un grumoso, pero vea el otro. El otro es el sello. Epa, es como la abstracción de, de los dos? El que tú quieras. Tú decides cuál es el que va a representar. O si quieres hacer una unión de esos dos y haces uno solo. La unión de esos dos símbolos, haces uno solo. Voy a ver. Listo. No, como hay algunas pantallas que se están como quedando para las personas, eh, o sea... Para que este no lo destruyo, este lo es. Deja todo. ¿Para qué vas a destruirlo? Todavía no. Sí. Hay artistas que destruyen todo su trabajo, está bien, pero no todavía, espera un poquito, cuando termine el taller. <risa> es pues como hacen los niños. Eso me quedó feo y ¡ra! No rompen, ¿Por qué lo hagan? Es sí. desesperado. Para quienes, para quienes eh, pues ya no puedo ver porque esas pantallas están como quietas, pero creo que me están escuchando. Entonces, quienes tienen dibujos que aún conservan eh, como imágenes figurativas, es decir, figuras que cuando uno los ve uno puede decir, ah, esto es como una persona tal, tal, tal, o ah, esto es como un árbol, o ah, esto es una... Intenten llevarlo a mayor abstracción todavía, como más figuras de líneas, dibujos, puntos, tal, que simplifiquen la, la imagen, como lo que mostró Shirley, eh, como lo que mostró Juan juan Manuel, eh, Oana, o sea, es decir, cada uno diferente, pero traten de llevar su propia imagen a una a una abstracción. ¿Listo? Entonces, como ya son las 7, solamente les voy a mostrar una imagen y con eso nos podemos despedir y mañana cerramos el ejercicio. Eh, y me queda decirles también una cosa, es que quien quiera en esta noche experimentar en hacer esa misma figura a la que llegaron sobre su piel, lo puede hacer, bienvenido sea, esto sería ideal, quien quiera, quien quiera, Lola, buenísimo, Lola, buenísimo, llegaste, sí, llegaste, tal cual, sí, entonces queda, queda abierta esa invitación y, Carmenza, ¿tú me estás viendo? Espera confirmarse, sí, espera, espera confirmar que, que, que vean la pantalla, solamente les muestro. Es más fácil cuando ellos tienen activo de micrófono que generan ruido y la imagen se conecta porque no es fácil de reposo. Ya como la iniciada. Listo, entonces solo voy a dejar una sí. imagen. Profe, la asistencia, pasaron una asistencia para llenar, por favor. No te preocupes, que, no te preocupes que ese taller no tiene asistencia. Ah, lo, Lola, pues silenciar un momentito, Mix? ¿Puedes silenciar un momentito? ¿Sí? Silenciar un sí, no sé si es el tuyo, pero creo que sí. Listo. La, la el imagen... De, ¿La votamos? ¿Votamos la hija o la votamos? No, ¿cómo la vas a votar? Por Dios, no. Mañana, mañana continuamos una parte. Esta imagen es la que les quería mostrar y esta imagen. Y con esto me despido. Adiós control al suprimir, no mentiras, eh, mañana podemos, podemos, podemos ver un poquito más de esto, pero creo que por ejemplo para Aníbal que habló de que su trabajo se influenció mucho cuando estuvo en, Ita en Berlín, en Alemania, de el, el, el haber estado expuesto a culturas y a arte de culturas africanas, esto específicamente es un sistema de símbolos, Eh, que se llama Adinkras, y se utiliza en una parte de África, digamos, de la costa occidental, eh, y lo que hoy conocemos como Ghana, eh, y es un sistema ¿no? de comunicación también. Y por otra parte está esto, que sería como símbolos que utilizan eh, los emberá, los pueblos emberá, y me gustó mucho cuando Mariela se presentó y dijo, tengo una parte en... Eh, Saire creo y otra parte en Verá, porque también nos va a permitir como conversar un poco más. Si sí, ella dijo Saire, Congo y en Verá Kayapa, de sus ancestros. Entonces, fíjense cómo que hay unas abstracciones de formas que que conllevan en un lenguaje que era también lo que estábamos haciendo ayer con el ejercicio que propuso Carmensa es encontrar otra manera de decir, comunicar, abstraer, ¿no? Entonces, con estas dos imágenes que mañana ya las vamos a a hablar un poquito más pues cerramos esta jornada dejar de presentar si sí, nos quedamos con, con esas con esos sistemas de símbolos Adrinka y en con la posibilidad esperen que seque su, su, su símbolo la representación de su fami, su genealogía perdón un momento no me gustan esas manchas de la genealogía que cada quien haya haya realizado Ahí estamos viendo, sí, estamos viendo. Todavía pasa que en algunos, eh, por ejemplo, eh, Carlos, aún estoy viendo una flor que sonríe. Entonces hay que lograr llegar a que uno pueda ver esa flor un, como una cosa, eh, ¿cómo se dice? Se me ha la palabra, figurativa, sino una abstracción. ¿Listo? Está súper, está súper. Estoy viendo el tuyo, Fabián, súper también, sí. Y abierta la invitación a quien quiere esta noche, mañana lo sorprende, llega desnudo con todos sus imágenes de sus símbolos, mentiras, no, tampoco, ay, ay, no se pongan así, no se pongan así, <risa> mentiras, ah, sí. performance, el performance, listo, y eso, pues Paula es que, uf, uh, súper, Paula, por favor, Paula, <risa> Bueno, entonces la idea es quien, nos, quien sienta que todavía quiere simplificarlo más, trabájale más. En el caso de Mariela, trabaja más el material porque tiene estos grumos eh, y no, no sé en qué caso, creo que en, en el caso de de Juan. Dale, yo te estoy preguntando desde la imagen. Me... El grumo yo sé que está. Sí. Pero la imagen, ¿tengo que simplificarlo más? No, está buenísimo. Lo que te decía es que como tú hiciste dos, si quieres, únelas. O sea, únelas para que quede una sola imagen. Bueno. Listo. Súper. Voy a ver cómo hago. Pues, bueno. bueno. Pues muchísimas gracias. Una jornada más. ¡Ay, la probé! ¡Ay, Carmen se va para la calle, callejera! Ya me puso No, no, que... yo estoy en la cocina. ¡Ah! Y ya se va a disparar. Ya me había dado cuenta. Y ya se va a disparar la alarma. Sí. Ah, no, amiga. Amiga. Bueno, ah, chao, bueno. okay. Mañana, Votá, los, vamos, mañana la, los vemos. Mañana la, no los van ah, a botar, déjenlos buena secar. No sé Buenas noches, chao. Chao, Feliz noche para todos esta mañana. Chao, saludos para todos. Chao, Edwin. Chao, Pati. Chao, Yola, que estén bien. Bueno, nos vemos. nos vemos. Chao. <risa> Mariela, hola, Mariela, hola. Bueno, un segundo, conecto por aquí. Listo. Un segundo. Profe, tengo una pregunta. Sí. Eh, ¿Al fin se va a hacer lo del drive? Para sí. ¿Para los documentos? Sí. ¿O por WhatsApp? Las dos cosas. Vale, profe, gracias. Sí, las dos cosas. Profesora, sí. yo tengo un problema con el drive, es que mi drive está casi que lleno porque mis otras actividades son que drive para allá, drive para acá, y eso yo ya estoy, es que no sé para dónde, para cuál drive subir. Tranquila que cuando... Pues yo continuaré por el WhatsApp, por favor. Vale, Dale. sí, tranquila que cuando consultas un archivo no se guarda en tu drive, es cuando tú subes en tu propio drive archivos, es lo que creo, no sé si alguien... Sí, pero bien. lo que pasa es que las cuestiones laborales, tú sabes que todos los son este ah, claro. voto que esto que entonces yo no, me, no puedo uno porque yo no tengo una capacidad gigantesca en gran, Sí, teniendo, gran... hay que volver a, como a comprar esas cosas. Bueno, ¿me pueden confirmar si ven la pantalla? ¿Si ven la sí ven, profesora. Sí, Listo. sí, sí se ve Elio Cunampio Buenísimo. de Panamá. Exacto. Entonces Elio Cunampio es una artista joven, tiene menos de 30 años, es el pueblo en Verá, eh, vive en un lugar que se llama Piriatía en Verá, que sería, digamos, como que aquí está el Chocó y sigue el Darien panameño y donde termina el borde del Darien para empezar la siguiente provincia panameña, él vive, su comunidad vive como en ese bordecito y nos conocimos como por proyectos de educación, ambientales, etc., y ha sido para mí como, wow, un gran un gran honor pues conocer a él y a su familia porque prácticamente toda la familia es una familia de, de artistas, ¿no? Entonces, digamos que me parece que eh, nuestra manera de acercarnos, o por lo menos mi experiencia siendo, no sé, que crecí en esta ciudad, en esta universidad, etc., no ha sido de ver el arte indígena como algo presente, sino siempre ver algo como que estuvo en el pasado, la, que la tradición que se retiró por todo este proceso tan eh, invasivo y violento de la colonización y en el presente siempre ver como personas mestizas blancas hablando sobre ¿no? el arte eh, indígena o tal entonces conocerlos a ellos fue como conocer a alguien que está en el presente eh, guardando tradiciones salvaguardando tradiciones del pasado actualizándolas, y en una misión de popularizarlo para que las personas jóvenes de su generación, valoren su propia cultura y también hacia afuera se entienda qué es por qué es importante la cultura en Vera. Entonces, voy a poner esa presentación, por favor. Es es de profesora. Sí, Mariela. Eh, quiero decir algo. Sí. Sí, Mariela. Eh, es que la comunidad en Vera Viene desde la frontera de Colombia con Ecuador, desde Esmeralda. Uh -huh. Profesora, perdón, tiene mucho eco y retumba, perdón, Mariela. ¿Tiene mucho eco y retumba? Suena... ¿El mío? Bueno. Porque Panamá era de Colombia, Panamá se separó, lo vendieron por un, un negociado. Pero la comunidad embera es todo este territorio, podría decir que la ahora ya son tres naciones, pero eran dos, Ecuador y Colombia. Esa comunidad embera de, de, de Panamá es la misma comunidad embera, la misma familia que está en el Chocó porque por ahí se pasaban ellos, ahí está el paso caminando para allá después de que vino la invasión y todo es negociado pues por lo del canal de Panamá. Eh, sino que ahora políticamente ellos son de Panamá, pero ellos son la misma, el mismo tronco familiar. Sí. Desde Enmeralda, en el Ecuador, hasta allá. Las molas. Ellos sí se quedaron en las molas porque allá les han apoyado todo este proceso productivo de esa cultura. Sí. Mientras los nuestros quedaron están en lo de los collares, el decorado y la construcción de elementos ornamentales y como pasijas trabajadas en la palma, la talla y todo pero a las molas también correspondían a este territorio y no que se quede, fueron quedando allá y acá pues no hubo un apoyo del Estado como tal de apoyar sus comunidades portadoras naturales de la identidad tanto pictórica, tanto arquitectónica, Tanto alimentaria con toda la tradición oral que eso conlleva con la fuerza de los territorios en panamá si sí, ellos les han apoyado eso porque eso es turismo para el gobierno de panamá aquí como ni siquiera han podido darse cuenta que es turismoúlpa me compar pero gracias no tranquila está muy bien en eh, las intervenciones solo quería anotar mariela que que la o sea, que las las molas son un, una producción artística más del pueblo cuna. Eh Kuna es diga Kuna es como la tierra, la nación, pues cuna que está ubicada más hacia el Caribe y que colinda pues como con lo que es el Urabanteoqueño, con esa parte eh, del Caribe colombiano, ¿no? Eh o sea, Caribe eh, Capurganá, esa parte eh, que para mí es Chocó, pero pues geopolíticamente ya es Urabanteoqueño. Esas molas pertenecen a ese otro pueblo de esta otra nación, que son los Cuna, y los Emberá están en, en otro lugar de Panamá, ubicados también en otros lugares, y tienen, digamos, como otra tradición cultural, pero estoy sí de acuerdo con lo que tú dices, que son una nación que estaba extendida y que se ha movido y ha quedado, ha quedado dividida por por fronteras, eh, por fronteras geopolíticas. Entonces, bueno, vamos a conocer el trabajo de Elio. Elio no pudo conectarse, pero nos envió audios para que pudiéramos escucharlos lo del eco se mejoró o sigue malito? No, no profe, se mejoró, ahora sí está escuchando. listo. Entonces vamos a escuchar a Helio. Hola. Mi nombre es Elio. Hola. Mi nombre es Elio Cunampio y soy un indígena Emberá de de Panamá. Primera pregunta, ¿cómo describiría mi trabajo artístico? Bueno, mm -hmm. En realidad mi trabajo yo lo describiría muy ancestral, por decirlo así, porque todo mi trabajo lo baso eh, en, en cosas tradicionales de mi cultura, en, que es en verano. Y, y todo esto está relacionado a las prácticas tradicionales que hacían los, por decirlo así, los chamanes del pasado y esta era la conexión espiritual. Con, con este mundo de, de los espíritus ¿no? y, y también es muestra mucho la conexión con el bosque y es por eso que digo que mi trabajo está muy relacionado a esto no a esta forma ancestral que, que han practicado mis, mis ancestros por decirlo así y es algo que nos han heredado a, a todas las siguientes generaciones ¿no? y Bueno, y, y prácticamente se componen de, lo que lo que utilizo es la fruta del jagua, que en, en idioma lo llamamos kipará, y es lo que hemos usado por, bueno, mi, lo, mi gente lo ha usado por generaciones, y es y funciona para muchas cosas, para cuidado de la piel, limpieza de la piel, el cabello, y claro, para los rituales que se usaban, entonces eran las pinturas con los diseños, que son los que yo sigo trabajando ¿no? y y ese, y lo que me motiva a trabajar y a seguir haciendo esto es que es algo que nos representa a toda mi cultura, mi gente y, y yo pienso que si no seguimos practicando y haciendo este trabajo todo este arte y conocimiento se va a perder y, y, y está pasando y Y, y es triste no decir lo que es así, pero esto es lo que realmente lo que me motiva, ¿no? A seguir practicando esto y mostrarle a mi propia gente lo, lo valioso y lo hermoso que, que tenemos, ¿no? Y que es necesario conservarlo y practicarlo para que las futuras generaciones sigan conociendo esto. Porque si en si lo que estamos ahora no seguimos con esto, practicando y trabajando en esto esto se va a perder y es, sería algo triste y lamentable, ¿no? Y es lo que me motiva a seguir trabajando esto. porque es importante salvaguardar los conocimientos de la cultura en verano? Bueno, eh, pienso que es súper importante esto, más que nada, guardar y rescatar esto de la cultura y las prácticas tradicionales de, de los en verano, en realidad estas prácticas nos enseñan mucho está muy ligado al, a la naturaleza al bosque y, y prácticamente nos enseña mucho a respetar y eh, esta parte del bosque siempre nuestros padres nuestros abuelos está teniendo la idea o el conocimiento de que tú tienes que tomar solo lo necesario no más de lo que necesitas Y esa es una de las cosas que, que siempre son, nos enseñaban a... Bueno, sí, nos enseñaban, y porque se ha ido debilitando tristemente esta parte, y es por que digo que es importante esto, ¿no?, de rescatar los conocimientos. Y, y también esto, lo del arte que yo practico, es, como dije antes, es algo que, que es súper lindo, y, y sería triste si los jóvenes lo... lo dejan perder pues, a esta generación que es la que digo que está más debilitada en esta parte, debido a mucha influencia por decirlo así, occidental en todo en el idioma en la parte medicinal por los, por los hospitales eh, que sería la, también la las escuelas han influido mucho y en esto y en las pérdidas no, porque y otra de las cosas que ha influido mucho y, y es triste y porque todavía se ve en la discriminación hacia los indígenas, no solo hacia los emberás, sino a, a los diferentes indígenas de Panamá. Y, y esto ha empujado a que muchos de los jóvenes nieguen su, lo que son, que dejen de practicar, de hablar lo, el idioma original que es el emberá de nosotros. Y, y, y esto ha debilitado mucho la misma cultura y se ha perdido tristemente un varias cosas yaí, pero con esto que yo estoy haciendo a parte que yo quiero rescatar es esta parte de la del arte que se practica con el agua, ¿no? Que, que está relacionado a como dije antes también a los ritos y que eran que hacían los chamanes. Y, bueno, lo, lo hace, no solo lo hacían, porque todo es relacionado, porque los diseños representan animales, estos animales a su vez representan espíritus. Y, y es lindo de verdad esa parte pero como dije de muchos jóvenes ya no lo quieren practicar que es necesario seguir trabajando en esto en el rescate de esa de todo lo relacionado a mi cultura y ese es una de las mayores razones por las que me motiva a trabajar esto del arte porque quiero aprovechar esto lo de lo de la tecnología ahora que en eh, las redes sociales y porque prácticamente todos los jóvenes están en este mundo, ¿no? Y esta es una de las formas que, o de las vías que vi para para divulgar o promocionar más de esto, de la, de la cultura. Y y lo mío es muy fuerte, de es esta parte, ¿no? Lo de trabajar en el arte corporal de nuestra cultura. Y es lo que estoy haciendo, ¿no? Y mi sueño es que en un futuro muchos jóvenes sigan este camino, se motiven a trabajar más en esto y y a preservar claro esta parte de nuestra cultura, ¿no? Porque yo como en emberá también tuve ese, ese ese esa, por decirlo así, esa etapa donde no quería, por decirlo así, que la gente supiera que era un emberá porque fui a la escuela y eso y Claro, la discriminación ha influido mucho ¿no? en los jóvenes y en mí mismo, ¿no? Porque yo llegué, como yo dije, ¿no? Antes yo siempre estoy dibujando y esas cosas, ¿no? Y yo trabajé con agua, pero también empecé a hacer un tiempo dibujos no tradicionales, igual que empecé a trabajar en tatuajes así, como los de ahora, ¿no? lo dibujo y cosas así, pero con agua. Pero un tiempo después yo dije... ¿Por yo estoy haciendo esto? Mi, al final yo tengo un arte propio de mi propia gente. Que es algo diferente y lindo. Y bueno, empecé a trabajar más en esta parte, ¿no? Y es en que me he estado, por decirlo así, especializando, ¿no? Y porque es lindo de verdad. Y, y a mí me, me llena de orgullo representarlo siempre porque... Yo sé lo hermoso que tenemos en nuestra cultura y, bueno, sigan practicando esto, ¿no?, porque es algo importante. Siempre he dicho, es algo importante, pero bueno. Hola, mi nombre es Elio Junampio. Bien, entonces, este era Elio. Y eh, para cerrar esta presentación de... hola este artista para es importante decir que primero helio pues es dibujante eh, trabaja con la jagua a agua ahora un paréntesis era uno de los materiales que teníamos en esta lista de materiales pero en quipto no, no lograron conseguir estaba como escaso entonces lo, lo sacamos de la lista eh, entonces volviendo a helio helio trabaja con ja agua principalmente es dibujante a su vez, como es un dibujo del cuerpo, como es la tradición, eh, a su vez también pues, se pasó a hacer tatuajes, pero Helio también es fotógrafo, hace las estas fotografías que ustedes vieron, las propone, eh, y también eh, hace como una apuesta en escena de esas fotografías en redes sociales, entonces me parece que su, su trabajo... No es parte del circuito del arte contemporáneo, en el sentido que él no exhibe en galerías, en museos, tal, ojalá eso pase en algún momento. No, no tiene que ser requisito de todo artista, pero es un, un lugar donde pueden circular muchos contenidos, digámoslo así, y gente que pueda ver el trabajo. Pero aunque yo no sea parte de ese circuito, él está haciendo un trabajo que en mi concepción es contemporáneo, en la medida no solo de que es actual, sino de que tomo un conocimiento, un saber, algo que eh, es la base, el sustrato de su trabajo para actualizarlo a través también de medios eh, actuales o tecnología eh, actual con un sentido muy profundo, es el que les conté, ¿no? Ese, ese sentido de salvaguardar, ese sentido de que la gente joven eh su generación eh, es principalmente en verdad cobre otra sentido su cultura y guerre, el, el estigma o la discriminación existente en nuestra sociedad, en el caso de ellos por ser indígenas. Entonces, esto es lo que quería contarles de Helio, y si hay alguna pregunta antes de pasar a las presentaciones, es el momento. ¿Cómo lo viste, carmensa ¿Cómo lo vio, maestra? ¿Ve por ahí? Sí está. Como lo vi el resto que que pensaron que les hizo pensar a esta carmeza. En Medellín, acá en Cali tenemos problemas con dos de los operadores de los cuatro operadores que prestan el servicio pues entonces. Bueno. Sí, eh, no sé qué, no sé cómo cómo podría también usted presentar cómo hacer unas reflexiones sobre lo que ustedes hacen ¿sí? como sería un ejercicio no para el taller sino para, para la producción de ustedes y la importancia de lo matérico o de los elementos con que ustedes trabajan lo que hace es aportar al discurso no por lo menos eh, pensemos en pintar un paisaje eh, secuano pero hacerlo con lodo eh, perteneciente a las orillas del río no como como como estos estos pensarse en material también terminaría siendo como un ejercicio de y significación mucho más poderoso entonces como cuando ustedes estén pensando en lo que ustedes hacen también piénsense, en no en las técnicas eh, bueno heredadas, europeas, clásicas, las de por excelencia, que uno llama, sino que ustedes también piensen como con qué materiales comenzarían ustedes a experimentar para darle muchísimo más eh, fuerza, más eh, contenido, digamos, a esas expresiones y a esos discursos que serían apoyados por los lo matéricos. Entonces, como que hagan ese ejercicio pensándolo de una manera, pues, introspectiva, Eh, porque siempre es, es muy muy importante, digamos, sobre todo en el marco el arte contemporáneo, como eh, ese desligue como de las técnicas tradicionales, como los materiales empiezan a tomar otro tipo de, de importancia en el momento de la creación. Eh, entonces, incluso pues pensarse que la instalación que hable de un territorio podría ser abstraer un pedazo de ese territorio y llevarlo a otro espacio en una especie de homenaje y también de de, de extracción de violen de violencia hacia ese espacio como todo todo eso puede tener como esa, esa fuerza entonces yo sí que los invito a, a pensarse mucho en el material. sí totalmente bien entonces sin nada más comentarios pasemos a, a la parte de las presentaciones. Me vale solo que decís Carmen, es muy importante. Ya ya abrí lo de la presentación de Hammer, dame un momento. Eh, busco aquí. Y mientras abra este ese archivo, entonces hoy se supone que vamos a escuchar ¿Muy que fue abierto? Sí. Vamos a escuchar a Eh, a Carlos a Edwin a Paula a Shirley y, y a listo entonces compartir pantalla listo Listo. Jamer, tuyo el micrófono y me vas diciendo cuándo pasar. Eh, buenas tardes. Bueno, eh, aquí alcanzamos a mirar los trabajos. Eh, el del lado izquierdo eh, Un indígena. Eh, lo que hemos tenido la oportunidad de, de, de pasar por, por territorio indígena podramos aquello siempre tiene como ese, ese temor es el miedo ven a la guerra uno entonces es es una pintura en tiza pastel pues sobre sobre sobre lo, el temor del el temor de, de Nipen a el, el lado derecho hay una máscara ese, ese es, es un molde para hacer, para realizar máscara Este molde está realizado en cemento, y de, de ahí podemos sacar la cantidad de máscaras que, que nos atrevemos. Eh, esa máscara la estoy la estudiando el título de Toro Bravo. Eh, la tengo proyectada para, apenas empezamos a tirar salpacho pacho la calle nuevo, ahí la podrán observar ya, pues, con, con su pintura y todos sus detallitos. Síganme. Bueno, aquí aquí quiero quiero decirles que aquí hay un resumen de prácticamente todo lo que es mi, mi, mi vida, de trabajo, de, de todo. Este es un cuadro que lo llamo mi tesoro de recuerdos, porque en un entonces nos hablaron ustedes, me parece que fue el lunes, nos hablaron de, de colección, ¿cierto? Sí. Entonces esto es una colección de, de, de recuerdos si lo acercan podemos mirar que hay espátula hay martillo hay llaves hay medalla hay hiles con bueno, un signo de cosas eh, manillas entonces cada una de estas cositas que hay ahí tiene un recuerdo eh, por ejemplo ahí habla de mi vida cuando mi vida deportiva ahí habla de, de la espátula habla de mi, de mi abajo pinto, yo pinto casa y trabajadora blanca eh, el martillo como es ahora fundamental que un detalle que me hicieron eh, porque esa esa herramienta eh, ahí donde la ven tiene tiene como ocho funciones y no lo no llegaron a comparar hasta funcional como Bien, siendo las 9.59 de la mañana, a la altura de la Plaza de los Estudiantes, en el centro de Cali, en el suroccidente de Colombia, estamos... Bueno, volvemos con la ya vamos hay encontrarnos con algunas otras de las marchas. Colombia con Pérez, y ellos llenen los medios, nosotros las calles. Oh <laughs> yeah También están las armonizaciones espirituales, para la manifestación, laudadoras. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje en este momento? La gente está reunida como en círculo, está bailando, danzando, los ritmos indígenas, se armó como una minga bailable. Hay gente que tener preparada para comer. Se queda de tener muchas cosas. cosas para la masa sin cantera? de letreros de la manifestación. Que sí tengo luz, pero no 1800. <tose> <tose> ¡Vamos, vamos! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva el Estado! ¡La religión y el mercado! Señor, para la radio, libre, porque qué estás marchando hoy? No, la reforma tributaria no, no. es porque debo pagar un aumento en declarar renta. Eso dice el reto persona. ¿Quisiera decir algo más? ¡Que se escuta! ¡Que se escuta! ¡Que se escuta! la <tres> organización popular memoria. Los barrio de Medellín fueron construidos de manera popular. Los barrios de Medellín tienen historias de lucha. Los barrios recuerdan, parceros. Los barrios tienen memoria. El, la, noche. Estoy... la gente sale a las casas, a los balcones. ¡Ey! ¡No es! ¡No que verdad. Ah, vale, no bueno, es verdad. Este con aspecto de que era famoso. Ah, dos. Aquí así. Por la sed de hacermo. Unos pelos primeras de que... la ah, mata. No me tricea. Primera de la, se a dar. Laura, quiero que me digas si me escuchas. Laura, quiero que me digas si me estás escuchando. Laura, Laura. Laura. Laura. Laura. Cube. Laura, ¿escuchaste? ¿Me escuchaste todo lo que te dije? Aquí me estás escuchando. Llega así de tarde. Ey, ya, cábete pues, calla pues. Eh. ¿Qué? claro no. es que, mira eso mira es la mira es Escribí Medellín uh -huh. Y sale que está malo Y pilla <risa> ¿Qué puta? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Pilla? Mm, sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, ¿eh? ¿Paldegi? Bona mm. Mm-mm. <clears throat>